22 disfruta del espectáculo del automovilismo... ...Radio Brique, con la vigésimo tercera subida... ...bueno pues una jornada, la de hoy viernes, buenos días... ...sin duda la más esperada de lo que es la edición número 23... ...la vigésimo tercera edición de la carrera, eh, de la subida, Brique, que ...bueno pues hoy llega su culmen con esas dos mangas de carrera oficial... ...que van a dar comienzo en breve... Eh, ...Jesús Domínguez, muy buenos días... Muy buenos días, Fran. Nos encontramos, eh, como bien has comentado, aquí de nuevo en la zona de salida de la vigésimo tercera edición de la subida a Ubrique eh, bueno, Benocat en esta jornada de domingo, en la que se van a desarrollar pues, la segunda parte del, de, de la prueba. En este caso, como saben, entrenamientos oficiales que han empezado hace unos cuantos minutos y las dos mangas eh, de carrera. Todavía eh, pues, eh, en la retina tenemos lo que ocurrió... En la tarde de ayer, en esa primera carrera de esta del Campeonato de España, de esa prueba del Campeonato de España, en la que pues eh, se dieron las sorpresas eh, en la categoría 3 como consecuencia de la lluvia intermitente que fue eh, cayendo a lo largo de todas las jornadas, como decimos, de esa manera intermitente, pero que se dejó notar sobre todo en la manga de carrera en las zonas altas del tramo. Y eso afectó, obviamente, a lo que fue el plano deportivo, con sorpresa, porque fue Salvador Tineo, el piloto del Mitsubishi, el que consiguió llevarse la victoria en la tarde de ayer por delante de eh, el piloto eh, canario también con eh, Mitsubishi, eh, Zóximo Hernández, y, y también eh, con esa a, tercera posición para eh, Álvaro García. Así quedó esa categoría 3 en la que ...ninguno de los favoritos pudo estar arriba... ...ni José Antonio Aznar, ni Humberto Jansen... ...ni José Antonio López Fombona ni Gerard de la casa... ...por lo tanto, un podio inédito en este campeonato de España... ...con el piloto de Benavís y con Salvador Tineo... ...encabezando esa clasificación. En las otras dos categorías, pues en este caso... Eh, ...no hubo oh, mucha sorpresa, porque... Eh, ...bueno, la sorpresa podía reducirse sin eh, en este sentido... ...pues a los tiempos que marcaron mucho más amplio ...de los que suele ser habitual en este tipo de vehículos... ...en la categoría 1, victoria para eh, Javi Villa... ...por delante del eh, Lola Viles y de Antonio de los Ríos... ...mientras que en la categoría 2 fue Christian Eric eh, Brover... ...el que se llevó la victoria, por delante Garistoy Flores... ...y de Edgar Montella, mm, podemos decir... ...pues bueno, pues que estas dos clasificaciones... Eh, se guiaron por la, por la normalidad no lo que se podía esperar, pero ya decimos en este caso, con unos tiempos mucho eh, más amplios de lo que se podía esperar en principio decir que de esta categoría 1 eh, la nota destacada fue eh, pues el abandono de Joseba Iraola, que con la norma ya registró problemas en la primera manga de carrera y, y se dejó notar en la, eh, la primera manga de entrenamientos oficiales, queremos decir, y se dejó eh, notar en esa ...carrera oficial, sin poder estar peleando y todavía, pues eh, en lo que se refiere al campeonato de España... ...no hemos podido ver ese duelo Villa-Iraola, es una de las notas expectantes, digamos, de este campeonato... ...de competir el B53 con la norma, pero eh, tampoco ha podido ser hasta ahora a, a quien ubique veremos... ...si hoy eh, Iraola eh, puede tomar la salida, estamos seguros de que sí, y si sí, esa barqueta puede estar a nivel del B53 para competir directamente con el piloto asturiano. Como decimos, eh, Juan Carlos, una jornada con sorpresas, la de ayer, eh, sábado, y bueno, hoy domingo estamos viendo el cielo despejado y en principio parece que esos, eh, esa incertidumbre meteorológica por lo menos hoy no, va a hacer, eh, no la vamos a tener, ¿no? Así es, eh, buenos días. Bueno, pues en principio tendría que cambiar mucho la metodología... ...que tampoco hay nada de extrañar viendo lo que ocurría ayer... ...pero bueno, la verdad es que la gente está tan de metodología a punta... ...cielos despejados, al menos hasta esta tarde... ...y que parece que va a respetar en esta jornada de domingo... ...en esa subida a ...en un día en el que, bueno, pues eh, lo cierto es que después... Eh, ...como comentaba Jesús, en lo deportivo de eh, esas sorpresas... ...vamos a conocer enseguida... ...las reacciones de los grandes favoritos... ...que se quedaron muy lejos de, del podio... ...por ejemplo, en la eh, categoría de turismo... Eh, ...no ocurrió lo mismo... Eh, ...más o menos lo esperado... ...ahí hubo menos sorpresas... ...en las categorías 1 y 2... Eh, ...una jornada en la que... ...bueno, pues como decimos... ...comenzaban los eh, entrenos eh, oficiales... ...hace unos instantes... ...estaban previstos para las 9 y media... ...pero eh, finalmente ha eh, sido un poco más tarde... ...cuando se ha puesto en marcha... ...ahora mismo... ...bueno pues eh, más de una veintena de vehículos que ya han realizado esos entrenamientos... Eh, ...en concreto en la pista ahora mismo los coches entre el 75 y el 80 están realizando ese tramo... ...y recordamos los horarios para lo que es esta jornada del domingo... ...a partir de las 11 y cuarto tendría lugar el inicio de la carrera 2... Eh, ...después de la que tuvo lugar en el día de ayer... ...y a las, eh, eh, en concreto, uno y cuarto... ...se espera que tenga lugar la carrera tres... Eh, ...ya la definitiva manga... Eh, ...para que, eh, bueno, eh, según las previsiones... Eh, ...la culminación de toda esta subida... Eh, ...debería llegar en torno a las 3 de la tarde... ...con la apertura de la carretera eh, de nuevo al tráfico... ...la carretera que se cortaba a las ocho y media de la mañana... ...y, bueno, pues eh, habrá que ver, de todas formas... ...evidentemente a cómo se desarrolla en cuanto a incidencias... ...esperemos que no eh, igual que ayer... ...pero esto es automovilismo y pueden... Eh, ...y es eh, también eh, lógico que sucedan este tipo de, de cosas... Eh, ...averías, salidas eh, de vehículos... ...el tiempo también contribuyó a ello... ...y bueno pues eh, veremos qué ocurre en el día de hoy... ...por el momento la verdad que... ...esta manga de entrenos oficiales... ...marcha muy rápidamente, de forma muy dinámica... Esperemos que todo siga así, seguiremos contando, por supuesto, aquí en el 97.6 de la FM. Ya saben que pueden seguirnos también desde radiobrique.com, como de hecho eh, tenemos constancia eh, que están haciendo muchísimos oyentes y eh, pues también iremos subiendo fotografías de eh, ustedes mismos, eh, también aquellas personas que están repartidas por todo el tramo, eh, aquellas personas que de una u otra manera están viviendo esta XXIII edición de la subida a Ubrique. Les animamos a ello, muy fácil, eh, pueden enviarnos esas fotografías a radiubrique, arroba radiubrique.com, a nuestro correo electrónico, o bien, bueno, pues todavía más fácil, a, eh, bueno, vía WhatsApp. Vía WhatsApp también pueden hacernos esa contribución. Nosotros, por tanto, eh, vamos a ponernos ya en marcha, eh, les vamos a ir acompañando, eh, pues, eh, durante las próximas horas Eh, al menos hasta, eh, calculamos, las 3 de la tarde, eh, hasta ahí eh, podría llegar la competición un poco antes, quizás. Eh, veremos cómo marchan, ya decimos, los eh, tiempos de desarrollo de cada una de estas mangas de competición. Y, por tanto, les invitamos a que continúen ahí porque le iremos comentando cada una de las incidencias y iremos conociendo las opiniones, las impresiones de la organización y de los eh, participantes. Jesús. Y también comentar eh, ya en clave local eh, lo que fue la jornada de ayer que el piloto ubriqueño más rápido, el que consiguió una mejor posición, fue Juan Miguel García. Juan Miguel García que entró en la decimocuarta posición de esta clasificación justo por delante de Esteban Gutiérrez que fue decimocuinto y un poco más atrás tuvimos al piloto eh, de Prado de Rey pero afincado en Mubrique Geray Benítez. Por lo tanto, eh, digamos que así... Fue eh, la prueba en la carrera de ayer, ya hacemos un borrón y cuenta nueva porque hoy comienza una historia totalmente diferente, ya saben que el Campeonato de España, eh, el formato de este Campeonato de España está formado por eh, tres carreras independientes, una que fue la que se disputó ayer y dos que se van a correr en la jornada uh, de hoy. Eh, nosotros eh, en este momento vamos a devolver eh, la conexión mientras nos vamos ubicando ya a lo largo del parque de trabajo para recabar las impresiones de los protagonistas de lo vemos en la conexión a los estudios de Radio Brique. Vigésimo tercera subida Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22 disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Brique con la vigésima tercera subida.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 ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Patrocina el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes con la participación al cante de Manuel Reyes García, de Sevilla, con la guitarra de Antonio Heredia. Recuerda, será a partir de las diez y media de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Peluquería Onisés, Enrique, estamos en calle Reinita junto a calle Sol. En Peluquería Enrique cuidamos de tu imagen y como novedad abrimos un gabinete de estética Olvídate del vello, cuerpo entero 100 euros, cara completa 20 euros inglés más axilas 35 y si nos traes una amiga te descontamos el 50% Depilación láser, cera para hombres, cuerpo entero 15 euros, limpieza de cutis tres ácidos 15 euros lifting pestañas 10 euros arreglo y esmaltado de pies 5 euros, estén ...de pestañas, pelo a pelo, 20 euros... ...esmaltado permanente, manos, 7 euros... ...láser celulítico, borrador de estrías... ...con pérdida de centímetros, 10 euros. Para cuidar tu imagen, peluquería Unisés Enrique... ...en calle Reinita, teléfono 667-6808-64. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Abelino... Más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Abelino. ...estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6... ...frente al loco ...disponemos de varios precios... ...adaptados a sus bolsillos... ...y en su compra al contado... ...benefíciese de nuestros grandes descuentos... ...ahora en Arte Roma para las comuniones... ...pequeños detalles en oro, plata y relojes... ...de varias marcas... ...si opta por un Lotus... ...en Arte Roma además... ...le regalamos una pulsera de plata... Hoy te llamé no sé cuántas veces y como tú no me contestas a tu casa me fui para decirte que... Oye baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte que me digas un día que sí. ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me conviene. Eso, es que cuesta mi cuerpo en la noche, se corpa de el amor, si no te vuelvas mala, en casa no te que salgas en vigésimo tercera subida ubrique campeonato nacional y andaluz de montaña los días 20 21 y 22 disfruta del espectáculo del automovilismo ...Radio radiorique con la digésimo tercera subida bueno pues rápidamente nos vamos nuevamente hasta la línea de salida eh, juan carlos panal que ya tiene información de eh, algunas novedades de esta mañana buenos días juan carlos bueno pues eh, sobre todo vamos a quedarlo vamos a intentarlo con protagonistas porque estamos en eh, el ecuador prácticamente de lo que es esta manga de eh, entrenos recordamos primero manga de tratamientotos a las que eh, seguirán dos mangas en las mangas de, de carrera vamos a intentar quedarnos con los eh, pilotos más destacados en el ámbito nacional lo que pasa es que a veces es complicado se lo puedo por explicárselo a eh, los oyentes evidentemente a veces se van moviendo esos pilotos ...con sus respectivos equipos y cuando realizamos... ...vamos a realizar la eh, conexión... ...es ya más eh, difícil contactar con ellos... Eh, ...vamos a intentar eh, hablar con José Antonio Opez Fonbona... ...José Antonio, buenos días... ...buenos días... ...por aquí recorriendo el parque de trabajo... ...el parque Presalida... ...en una jornada en la que me imagino... ...bueno y además la metodología la verdad es que en ese sentido... ...parece que va a acompañar... ...intentar dar un vuelco a ocurrido ayer, ¿qué pasó ayer?... Bueno, ayer eh, con la llegada del agua yo creo que hubo un poco de lío, de confusión A nosotros nos pilló en línea de salida con neumáticos de seco Y bueno, pues la verdad es que no pudimos hacer otra cosa más que pasar por la prueba Entonces, eh, no es un día que no nos valió de mucho Pero hoy parece que la climatología acompaña Y esperemos tener un bonito día de carrera La verdad es que eh, aquí al menos no parecía, en ¿no? La línea de salida, que estuviese lloviendo tanto Pero supongo que eh, ya ha avanzado el tramo Estaba bastante mal el, el asfalto, ¿no? Sí, sí, porque la no, no es que cayese mucha agua, pero la agua que caía, caía con polvillo, con lo cual hacía un barro que era muy, muy difícil de, de, de manejar. Eh, lo siento, que te tengo que dejar que ya me toca salir. Venga, pues gracias, seguimos hablando, eh, lo comentamos. Bueno, pues los pilotos que se van acercando hasta sus eh, vehículos para tomar parte en esta manga de entrenos Eh, suponemos que desde luego no se la quieren perder para eh, ultimar los eh, reglajes Teniendo en cuenta que ayer la segunda manga de entrenamientos no pudieron hacerla eh, Los principales favoritos porque quedó suspendida eh, después de que eh, se acumulara tanto retraso Y bueno pues en el, eh, en cuanto al tiempo bueno pues también perjudicó Y evidentemente no pudieron ir al ritmo ni las condiciones que desearían Eh, ...la jornada de, de ayer... ...así que... ...para tomar eh, pulso al asfalto... Eh, ...desde luego... ...bueno pues eh, importante esta manga de entreno... ...porque ya decimos... ...que eh, a continuación... ...llegará... ...ya de forma definitiva... ...lo que son las dos mangas de carrera... ...en esta jornada... ...del domingo... ...por aquí la verdad es que bastante bullicio... ...en lo que es el parque de trabajo... ...los pilotos... Eh, ...la mayoría de ellos... Eh, la verdad que como marcha a buen ritmo esta manga de entrenos, la mayoría preparándose ya, eh, ultimando los vehículos. Vemos por aquí los correspondientes, por ejemplo, a Maldonado, eh, Janssen o, por ejemplo, José Antonio Aznar. Eh, por ahora relajado, unos instantes eh, previos a comenzar esta manga de, de entrenos José Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, te veía anteriormente bastante enfadado, ¿no?, por cómo fueron las cosas ayer. Bueno, bastante enfadado. Es que allá creo que funcionaron, la organización funcionó bastante mal. Entonces, hay un reglamento que creo que ese reglamento es para todos. Entonces, si uno lo cumplimos y otros no, pues al final aquí lo que se está invitando a los pilotos y a la gente a que se lo salten y que no pasa nada. Pueden salir en el orden que quieran, pueden salir cuando quieran y creo que eso no debe ser así. ¿Me refiero a algún caso concreto? Ah, me refiero a muchos casos de gente que se quedó cambiando las ruedas ...poniendo, quitando las de seco, las de agua... ...y luego llegaron allí salieron después de su posición... ...que no pueden salir... Eh, ...yo también podía haber hecho lo mismo... ...yo me podía haber quedado en vez de hacerle caso al jefe de parque... ...podía haberme pasado por el forro del pantalón... ...como hicieron otros... ...y luego ir con ruedas de agua y salir cuando me apetece... ...entonces creo que no, no es de recibo... ...creo que llevamos ya, esto ya fue ya también el año pasado... ...pero pues también pasó... ...y creo que no, no se puede tolerar todas estas cosas". Eso es cierto, que vimos a José Antonio Agnar cómo eh, era requerido ayer, precisamente estábamos en esta posición por el jefe de parque y rápidamente se sumaba a esa caravana previa a la salida y claro, o Salici, sea, eh, en tu caso también López Formona le, le ocurrió con neumáticos de, de seco Y la verdad es que, eh, bueno, pues después del tramo te di cuenta que que ni mucho menos que desde luego eh, hubiese necesitado eh, sol, de mojado, desde luego, ¿no? No, no, yo ya me di cuenta aquí antes de salir al tramo, porque a mí ya me estaba lloviendo. Lo que pasa es que me tocaba salir y yo tenía que salir y no me daba tiempo a cambiar la rueda Yo podía haber hecho también entonces como hicieron los otros, llegar luego tarde a la salida y que me hubiesen dejado salir. Pero a mí me gusta cumplir el reglamento. Lo que pasa es que aquí se ve que el reglamento se aplica para uno y para otros no. Por tanto, eh, algo más que mala suerte te refiere ¿no?, en el día de ayer, ¿no? Bueno, no mala suerte, porque yo sabía que la carrera al final iba a ser hoy. allá es con la climatología que teníamos, eh, se sabía que la carrera de ayer no iba a servir para mucho. Entonces, hoy tenemos que estar concentrados y pensar que las dos mangas que tenemos hoy son las que tenemos que hacer bien y yo creo que de ahí va a salir el ganado de la carrera. No, porque ayer, además, solo pudiste disfrutar, como quien dice, de una sola manga. La de, la segunda de entreno no pudiste hacerla, los grandes favoritos... Y la tercera, bueno, pues tuve esa, esa incidencia del tiempo, Exactamente. Al final hicimos una manga en condiciones, nada más. La primera. El resto del día estuvimos todo el día aquí, pues de escaparate, de para que la gente pudiera ver el coche y pudiera ver la asistencia. Otra cosa no hicimos. Además, eh, es cierto que tampoco eh, pudiste comprobar muy bien lo, los propios reglajes que realizaba ella. Claro. Con una manga sola cambiamos los reglajes y después ya salimos con agua, con ruedas de seco, ya no se puede probar nada. O sea que hoy... Tenemos esta manga va a probar y ya directamente tenemos que ir a la carrera con las dos mangas. Supongo que José Antonio borrón y cuenta, y cuenta nueva y, y nada, pensar hoy en, en salir por todas porque al menos el tiempo no va a ser un factor ahí aleatorio, ¿no? nada no, por supuesto, hoy hay que estar centrado en el día de hoy, olvidarse de lo de ayer y hacer una buena carrera y ya está, y que sea lo que Dios quiera y intentar estar entre los tres primeros, no nos queda otra. José Antonio, puede seguir hablando a lo largo de, de esta mañana. Muchísima suerte. Gracias. La palabra de José Antonio Andar, eh, sentado, bueno, pues eh, esperando lo que es la eh, llamada ya eh, para acercarse a su Porsche GT, con el que, recordemos, este fin de semana se ha acercado hasta eh, nuestra localidad en esta subida ubrique. Por aquí la verdad es que, eh, ya decimos, al menos en esta manga de trenes va todo bastante rápido y por tanto ya va a ser complicado poder contar con más protagonistas. Así que nos vamos a marchar hasta ahí, hasta la línea de salida. Jesús, no sé si con protagonista ahí. Pues nos encontramos ahora mismo, como tú bien comentas, aquí en la zona de salida donde como podemos comprobar, si el ruido no nos permite, como decimos con... Como... Podemos comprobar que la carretera va bastante ágil, la carrera va bastante ágil, los pilotos están saliendo puntualmente, parece que no eh, se están registrando parones. Esperemos que sea así hasta el final porque ya tuvimos bastante con lo que fue la jornada de ayer de ayer sábado. En este caso, pues tenemos intención eh, en, este, en este primer contacto con la prueba en la jornada de hoy domingo de intentar hacer una especie de balance organizativo de lo que fue la jornada de ayer y también de ver las condiciones en las que se presenta la prueba de hoy. Para eso, pues, queremos eh, recabar la información de los responsables del equipo organizador de Escudería Ubrique, que, bueno, los vemos eh, por aquí moviéndose, pero hasta el momento no hemos podido acceder a ellos. Estamos a, a la espera de poder hablar precisa, precisamente con el presidente... ...des Escudería Ubrique, Pedro Carlos García... ...que obviamente ha tenido también... ...o han estado eh, una, una noche eh, como la pasada... ...muy pendiente de todo el, el trazado... ...con la lluvia, el viento, eh, con la mala meteorología... Eh, ...tienen que ser revisado continuamente a primera hora de día... ...porque la noche es muy larga... ...y bueno, pues en este sentido... ...queremos saber exactamente en qué condiciones y eh, ha comenzado lo que es la jornada de hoy y con respecto al montaje del, del tramo como decimos eh, estamos aquí eh, esperando a ver si podemos, eh, si tenemos esa a, posibilidad de eh, entablar esa conversación con el presidente de cudería ubrique y por lo tanto vamos a seguir aquí a la espera unos minutos eh, viendo si, mm, se, si se es posible si no pues lo dejaremos para más tarde. Por eso, Juan Carlos, te devolvemos la conexión. No sé si ahora mismo, aunque sabemos que va a ser bastante complicado, tienes la posibilidad de eh, poder estar ahí con alguno de los eh, pilotos que estén a punto de tomar la salida en esta tercera manga de entrenamientos oficiales. Pues eh, por aquí, como decimos, eh, eh, con eh, algunos de los... Eh, pilotos del cm categorías 1 y 2, que se están eh, preparando eh, bueno pues para eh, tomar la, la salida vemos por ejemplo eh, que desde luego dice sí que no hay dudas en cuanto a los eh, neumáticos a, a elegir lo cierto es que la metodología está calentando el asfalto y seguro que en cuanto a adherencia no va a haber problemas eh, como ocurriera en el día de ayer Eh, lo cierto es que, bueno, pues eh, lo que sí queremos es eh, a muchísimos familiares Aquí en esta eh, zona del parque de trabajo Vemos, por ejemplo, una imagen curiosa como eh, Xavi, Xavi Villa Bueno, pues eh, en moto se va acercando hasta eh, su vehículo eh, La verdad es que está aquí todo motorizado para el desplazamiento Y bueno, pues... Eh, Como decimos, los últimos eh, vehículos eh, parece que se van acercando poco a poco hasta la línea de salida, lo que quiere decir que esto va con eh, bastante eh, rapidez, con bastante eh, celeridad. Eh, vamos a eh, intentar acercarnos por aquí a algunos de los eh, pilotos, aunque ya decimos que es complicado porque están preparándose. Eh, para lo que es ya, eh, bueno, pues esta manga de eh, entrenos. Eh, por ejemplo, eh, vamos por aquí a eh, Lolo Avilés, eh, vamos a intentar hablar solo, aunque sea un segundo. Manuel Avilés, eh, buenos días. Buenas. Bueno, pues eh, ayer jornada, eh, la verdad es que positiva, ¿no?, teniendo en cuenta la incidencias que hubo en la jornada, ¿no? Sí, bueno, tuvimos un toque en la primera manga que nos condicionó un poco después para la manga que corrimos en agua, que era directamente a carrera, pero bueno, había que ser un poco prudente y tener el coche entero para poder correr hoy. ¿Qué esperáis en el día de hoy? La verdad es que eh, hablamos con muchos pilotos, eh, algunos la verdad es que tuvieron más suerte, no el sentido de que les cogió, eh, bueno, pues evidentemente toda la buena en el tramo, no llegaron a cambiar neumáticos, eh, esa incidencia que al menos parece que hoy eh, nos va a afectar, ¿no? Bueno, hoy parece el día pintado bastante bien, seco... ...nosotros ayer tuvimos la suerte de poder montar neumáticos de agua... ...estábamos todavía en asistencia y bueno, tuvimos suerte... ...y pudimos salir con neumáticos de agua. La verdad es que sí que se notó más que nada en la clasificación en turismo... ...no en la categoría 1 y 2, porque ahí parece que ya siguió, llegó la noticia... ...que no había manera no de hacer el tramo en seco. ¿no? Sí, parece que ahí le, le afectó bastante a los, a los carrozados... Ya que, bueno, los monoplazas estábamos aquí ya preparados. En cuanto a vosotros, por ejemplo, ¿cómo afecta el, el agua, evidentemente? No, aparte de la adherencia de los neumáticos. Bueno, a ver, el agua es bastante complicada, sobre todo con estos coches. Pesan tan poco cuando hay agua planning y tal, se pone muy complicado. Bueno, pues, eh, Manuel, ¿qué esperamos para el día de hoy? Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ahora vamos a apretar todo lo que podamos, a ver a dónde estamos y, y divertirnos. Sí. Disfrutar sobre todo, ¿no? Porque ayer la verdad es que entre tantas incidencias, el tiempo, las dudas, me imagino que fue complicado, ¿no? Para todos vosotros. Bueno, sí, fue un día bastante complicado, con la lluvia, no sabías qué neumático poner, si seco, si agua, hasta última hora esperando. Pero bueno, hoy el día parece que va a salir mucho más tranquilo, puntuar y hacerlo lo mejor posible y... Bueno, va, mucha suerte. Seguiremos hablando, si te parece, a ver cómo marcha las cosas. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, Manolo Avilés, agradecemos que nos haya atendido, como decimos, en estos instantes previos a lo que es la toma de salida por parte de los vehículos integrantes de las categorías 1 y 2. Eh, los turismos tienen que estar ya eh, sobre el asfalto, porque de aquí ya no vemos ni a Aznari, a Humberto Jansen, así que han tenido que tomar la, eh, la salida. Y bueno, pues... Eh, ...así que cierta tranquilidad todavía... ...para estos últimos eh, vehículos... ...que eh, forman parte de esas categorías eh, unidos... Eh, ...lo cierto es que desde aquí... ...si miramos hacia la eh, parte inicial del tránsito... ...que sería la zona de eh, previa de las cumbres, ...se ven muchísimas personas... ...hay que destacar eh, ese aspecto, es increíble... ...bueno, como año tras año... Eh, ...da igual la hora que sea... ...las incidencias meteorológicas... Más aún, en un día como hoy, eh, con el sol fuera, con el, el tiempo acompañando, bueno, pues es increíble la cantidad de personas que se eh, moviliza Esto es una fiesta del automovilismo, de la que, desde luego, eh, podemos disfrutar todos. Eh, lo dicho, desde aquí vamos a eh, poner el eh, cierre a lo que es esta conexión eh, previa eh, que estamos realizando desde el Parque de Trabajo. Eh, ...porque, eh, bueno, pues están los pilotos, los últimos metidos en sus coches... ...con casco puesto y, bueno, pues preparados para realizar ese tramo... ...así que nos volvemos a ir hasta la línea de salida, Jesús. Pues, Juan Carlos, nosotros en este caso eh, nos hemos ido de la línea de salida... ...parece que no íbamos a poder, en este caso, eh, hablar con los eh, responsables... ...en Escuderío Brigue para hacer, como decimos, ese eh, balance... ...de lo que eh, ha sido esa eh, esa primera jornada de eh, prueba... ...que tuvo lugar el eh, pasado eh, sábado, ayer en la tarde de ayer ayer sábado. Vamos a, a ver si tenemos eh, la ocasión de hablar con un... ...estamos aquí en la zona del Parque de Trabajo... ...donde están los pilotos subriqueños... ...donde casi todos han salido y decimos casi todos... ...porque por aquí tenemos a, a uno de ellos, a Javier Martínez... ...que está pues en este caso... Eh, dándole lustre a, a su vehículo, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días, mejor buenas dicho. Días. ...que... qué hace por aquí? ...porque qué no ha tomado la salida? Que tiene avería de gasolina y no puede salir. Uh -huh. ...a esta manga, suponemos que a la, a la siguiente sí sí podrán, ¿no? A ver si probara a ver si puedo tú. A ver cómo va el coche. ¿No, bueno, Javi? ¿Cómo fue la la tarde de ayer? Un claro. poco un poco digamos eh, peculiar, ¿no? Por cómo se desarrolló con esa lluvia intermitente, esa ese esa manga de entrenamiento neutralizada que no sé si tú pudiste realizar. Va, yo solo hice una manga y más. ¿no? Yo iba a venir ayer, la segunda manga. Uh -huh. Y hoy tampoco, la de esta mañana, y no podía arreglar ahora. Entonces, eh, lo que es la carrera oficial tampoco pudiste participar, ¿no? Nada. ¿Y qué es lo que le pasa exactamente? No, es... Eh... Lo que has comentado sí, de gasolina. Me faltaba gasolina. Hemos eh. arreglado ahora un tubillo de gasolina a ver cómo va. Uh -huh. ¿Habéis tenido que estar toda la, la tarde-noche de ayer eh, pendiente no, del vehículo? mañana. Claro. Ah, en casa sobre... sí, porque no teníamos la pieza hasta esta mañana, entonces no podíamos hacer uh -huh. También esta mañana, por eso no hemos corrido la primera manga. Suponemos que tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Estar esperando todo el año para esto y ahora, pues, te encuentras con un problema que se supone que no es un problema grande, pero bueno, que te, que te impide al menos eh, tomar la salida. Claro. Por lo menos a veces pues, puedo salir y llegar arriba, por lo menos. Uh -huh. Bueno, ¿cómo? ¿cómo estás viendo el ambiente este año, Javier? Muy bien, muy bien. Una gentecita, ¿eh? Está guay. Bien. Ayer parecía hecho casi que una feria, ¿no? Con ya tanta gente, bien. tantos amigos, tantos... Eh, conocido ¿no? Claro, ayer era una feria... ...pero hoy la gente... ...te quemas en tu casa... ...por pues para arriba la gente hoy... ...estábados más de parque cerrado... ...yo hoy la gente estuve más a ver los costos... ...más verte, Digamos que la familia se reduce, ¿no? ...a los claro. que estáis directamente... Eh, ...pues implicados aquí en la subida... ...claro... ...pues nada, Javi... Bueno. ...lo único que me queda... ...es eh, desear toda la suerte del mundo... ...para ver si podemos verte... En ...la salida en las dos mangas de carrera... Que, ...que al fin y al cabo... ...bueno, podría suponer poner... Eh, ...o cerrar bien la subida, ¿no? Claro. Venga. Gracias. Nada, Javi, muchas gracias. Gracias. ...pues nada, pues eh, en este caso, como decimos... Eh, ...un piloto ubriqueño que no ha, ha podido tomar la salida... ...pero que espera que eh, sí lo pueda hacer... ...ahora en esa manga de carrera... Eh, ...cabe destacar también que para... A ...muchos de estos pilotos que puntúan... ...tanto para el nacional como para el andaluz... ...el formato es diferente... ...porque eh, el andaluz eh, se basa en una manga de entrenamientos... Eh, ...dos de carrera y se coge el mejor tiempo... ...no son carreras independientes como ocurre en el campeonato de, de España. Bueno, pues eh, prácticamente era el único, o, eh, en este caso, eh, protagonista del, del fin de semana, protagonista de, de esta subida, el único piloto que podíamos encontrar ahí en la zona del parque de trabajo, donde se ubican los eh, pilotos eh, locales, bueno, parte de ellos, porque obviamente no, no caben, ...los eh, 22 pilotos ubriqueños... ...los 22 vehículos en esa zona... ...y está repartido... ...entre esta parte donde está la mayoría... ...y luego por la zona... Del, eh, la recta ...de la recta del Ipersol... ...de la avenida Sebastián Mastia del Pato... ...donde también... ...hay algunos... Eh, ...pilotos ubriqueños... Eh, ...localizados... Eh, ...nos volvemos a acercar... ...a la zona de salida... ...y en este caso... ...pues vemos que Manolo Maldonado... ...está a punto de tomar la salida... ...eh, por... Eh, ...lo hará de, después de... ...Alberto Domenech... ...y, y Humberto Jansen... ...José Antonio Aznar... ...ya son, digamos... ...los vehículos eh, del Nacional... ...los que compiten en el Campeonato de España... ...los que van a tomar la salida... ...en lo que parece haber sido... ...una manga de entrenamientos... ...bastante ágil hasta el momento... ...en la que no ha habido parones en la que no ha habido, por suerte, ningún problema que haya eh, obligado a parar la prueba. Y vamos a ver si es la tónica de la jornada, esperemos que así sea, y que bueno podamos disfrutar del espectáculo del automovilismo de montaña. Eh, en este caso, Juan Carlos, yo no sé cuál es tu situación, suponemos que eh, tendrá muy difícil ya hablar con cualquier protagonista porque están todos montados... ...en sus vehículos... ...te pasamos... ...no obstante... ...la conexión... ...pues eh, ...vamos a hacer un alto en el camino... ...porque como decíamos... ...son ahora sí... ...eh... ...enfilando los últimos metros... ...nos hemos acercado también aquí... ...está la línea de salida... hasta ...la sala de... ...prensa y como decimos... ...son los últimos vehículos ya... ...eh... ...vemos a... Eh, jansen ...ahora sí... ...va a tomar la salida... ...eh... ...eh... ...José Antonio Aznar... Y bueno, pues los monoplazas, los CM, plus y promoción que eh, están también recorriendo los últimos metros para tomar la, la salida. Así que eh, vamos a eh, hacer un alto en el camino. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida iremos, por supuesto, con más protagonistas, pero ahora de lo que se trata es de ver los tiempos de esta manga de entrenos a ver qué tal eh, en el día de hoy después de... ...todas las incidencias de la jornada de ayer... ...así que, eh, unos eh, instantes simplemente de pausa... ...y enseguida vamos con el repaso... ...a cómo se van desarrollando los tiempos... ...en esta manga de entrenamientos. Vigisimo Tercera Subida Ubrique... ...Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña...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 los días me rompen el alma Me entierran en pena Y no se me quita con nada Pasé más de un año de pura tortura De miles de dudas Por culpa de una mujer Inmadura Que me quiso querer Pero quiso a su ayer Que me deja de ver La verdad y el porqué Me falló como aquel Al que nunca fue fiel Me dejó sin querer Mina, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las vidas, pues por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy, que te doy hasta mi vida, ay mina, mina. Descubro que hay otro mundo Que todo es más fácil Que nada es difícil que todo es, que todo es posible contigo Que ahora puedo dormir Y saber dónde estás Que ahora puedo escuchar Sin tener que dudar Ya no tengo que estar Inventando un lugar O a un amigo al que ves Porque siempre se va Mina Qué bueno que apareces en mi vida Después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las vidas por fin alguien me cuida, me interesa lo que que sepas que te doy, que te doy hasta mi vida. Que bueno que apareces en mi vida Después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las migas Hoy por fin alguien me guida Me interesa lo que diga Y que sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay mina, mina, mina qué bueno que apareces en mi vida qué bueno que te miro y tú me miras Que tú no me vas tratas con no mentiras Que te encanta que te siga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 Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla, pantalla Que impida que dices mi piel con solo rozarla Ay, me muero de ganas Y aunque te encuentres bien tercera subida ubrique campeonato nacional y andaluz de montaña los días 20 21 y 22 disfruta del espectáculo del automovilismo radio rique con la digésimo tercera subida bueno pues poquito a poco se va creando ambiente eh, no solamente en la línea de salida sino en el recorrido durante todo el tramo y con protagonistas que creo que se encuentran nuestro compañeros juan carlos adelante vamos a vamos a quedarnos con los tiempos con lo que es el resumen de eh, los tiempos que se están registrando como decíamos en esta manga de entrenos lo cierto es que todavía hay eh, varios coches en el trazado que todavía no han finalizado la, la prueba pero sí que eh, bueno pues podemos eh, apuntar sobre todo ya los tiempos jesús de, de lo que es el campeonato de españa en la categoría 3 en turismo en la misma línea de, de ayer en lo que fue la manga de entrenamiento, porque ha sido de nuevo José Antonio López Fombona el que el mejor crono, con 2'29'82 por delante de Humberto Jansen, 2'30'24, Gerard de la Casa, 2'33'40 y José Antonio López Fonbona, 2'34'63. Digamos que esto sí se ajusta un poquito más a la, a la, a la normalidad ¿no? que tiene que reinar o que va a reinar en este eh, campeonato de España. Tras José Antonio uh, Aznar, Quique Perelló dos treinta seis setenta y siete Zosimo Hernández dos treinta y nueve noventa uno, Francisco Jiménez Bermúdez, Paco Jiménez dos cuarenta cincuenta y siete, Amador Nevado Cabrera dos cuarenta y uno cuarenta Manuel Maldonado dos cuarenta y uno sesenta y ocho José Antonio Alonso dos cuarenta y dos setenta y ocho y Salvador etineo, eh, el vencedor de ayer con dos cuarenta y tres Echando una vista, por ejemplo, vemos que Álvaro García, que ayer conseguía la tercera posición del Scratch, pues se eh, ha marcado el, el decimocuarto mejor tiempo, con dos cuarenta y siete sesenta y tres, sesenta siete, perdón, y mirando un poquillo para abajo, ya en clave eh, local, el mejor tiempo de los eh, uriqueños, de Esteban Gutiérrez, con ese Renault Clio Sport, vigésimo segundo, con dos cincuenta y dos treinta tres, en este caso... Eh, ...manteniendo esa regularidad que suele eh, tener eh, el piloto eh, de Ubrique... ...en esta prueba, en esta subida a, a Ubrique ya más eh, por detrás... ...Geray eh, Jesús Benítez, 2'57'75... Eh, ...Antonio Luis Rodríguez Sánchez, 3'00'19... ...David Martínez Recio, 3'00'69... Eh, ...Adrián García Montiel de Villaluenga, 3'01'46... ...Juan Mí García... ...el mejor de los ubriqueños de ayer... ...3, 0, 2, 10... ...y Javier Zaldívar... ...3, 0, 0 eh, ...Cristian Vázquez... ...3, 0, 3, 12... Eh, ...Alberto Domínguez... ...3, 0, 4, 30... Eh, ...seguimos eh, buscando por aquí... ...el, el tiempo de los eh, pilotos ubriqueños... francisco Javier Baro Montiel... 30865 ...Jesús Saborido Gil... ...3, 0, 9, ...y bueno pues... ...Antonio Toro, Toro Trujillano... ...3, 12, eh, 14... ...Manuel Mendoza 3, 12, 74... ...Sebastián Mateo Zapata... ...3, 14, eh, 18... ...Sergio Álvarez Borque 3, 14, eh, 51... ...y bueno pues... ...en este caso... Eh, ...siguiendo ya decimos... ...a los pilotos subriqueños que hoy... Eh, ...han tomado la, la salida... ...Adrián García Gil que ayer... ...tuvo que abandonar 3, 23, 89... ...Juan José Carrasco... 32407 Rubén Pérez 326 y 09 Juan Manuel Chacón 32675 Juan Antonio Aragón 328 eh, 41 y y bueno, pues ese es un resumen de lo que han hecho los eh, pilotos suriqueños en lo que ha sido esa categoría 3, la categoría de eh, carrozados. Eh, cambiamos de categoría Juan Carlos y nos quedamos porque ya Eh, ha finalizado esta manga de entrenamientos y han entrado todos en meta y tenemos las clasificaciones tanto de la categoría 1 como de la 2. Y lo cierto que con récord para Javi Villa en cuanto a sus tiempos aquí en Ubrique, un, un grandísimo tiempo, 2'13, 0'77 y eso que estamos en entreno, así que seguramente en competición vaya a mejorar, evidentemente, ¿no? Ese tiempo incluso pueda superar el récord absoluto de la prueba que tiene Andrés Vilariño, eh, con 2'10". La verdad es que con estos tiempos eh, lo tiene ya a tiro, eh, teniendo en cuenta, eh, como decimos, que tan solo se trataba de unos entrenos y, y, bueno, pues ha conseguido un 2'13". La verdad es que José Viral, además, 2'18", que es un grandísimo tiempo también, en la segunda posición, y la tercera plaza para Antonio de los Ríos, con 2'31". La verdad es que es meritoria la tercera plaza para Antonio de los Ríos, que sigue ahí, Eh, al igual que, eh, por ejemplo, consiguiera ayer en la manga de carrera también esa tercera eh, posición. Incluso Antonio de los Ríos, por alguna décima, ha conseguido imponerse a Manuel Láviles, también con 2'31". Le siguen en esta categoría Francisco José Aguilar con 2'34 y Juan Carlos Cabezas con 2'48". Por tanto, en la categoría 1 sin sorpresas, con la victoria para eh, Javi Villa. Y ya decimos, un tiempo de récord, 2'13'077" es su mejor, eh, su mejor tiempo eh, de la historia aquí en Ubrique y muy cerca del récord absoluto que tiene Andrés Vilariño, que si siguen las cosas así, desde luego, lo tiene, como decíamos, muy cerca para poder eh, superar y convertirse en el piloto Javi Villa más rápido en la historia de esta subida Ubrique. Lo comprobaremos a lo largo de la jornada, es uno de los retos, sin duda, más bonitos que podremos ver en las próximas horas. En cuanto a la categoría 2, eh, pues la victoria, le decimos, solo, solo se trata de una manga de entreno, pero en este caso ha sido para eh, Gary Hoy Flores con un tiempo de 2.25, 2.27 para Christian Eric Broberg, seguido de Arcais ordoki con 2.29. Son los tres primeros clasificados en esta categoría 2 de CM promoción, mientras que, eh, bueno, lo completan este grupo... Eh, la cuarta posición, Mario, Asen Mario Asenjo, con 2.30, 2.31 para Javier Afonso y Edgar montela sexta posición, con 2.36. Son los tiempos que insistimos, se han registrado en estas mangas de entrenamientos, por supuesto ya sin las sorpresa que vivíamos en el día de ayer, ya con el tiempo desde luego acompañando, y bueno, pues son evidentemente registros que se supone, van a bajarse algunos segundos en las próximas mangas ya eh, de carrera. Así que, bueno, es lo que podemos comentarles por el momento, a esta hora, aquí, desde la sala de prensa, de esta subido Ubrique, que por tanto, en estos instantes, hace una parada, y eh, bueno, pues, eh, empieza de nuevo a reorganizarse para lo que será lo verdaderamente importante, la puesta en marcha de esas mangas de carrera, recordemos, en los próximos minutos, la verdad es que Eh, ahora sí que se va bien sobre el tiempo previsto, puesto que el inicio de la carrera 2 no está previsto hasta eh, las 11 y cuarto. Son las 11 menos 10, así que más o menos todavía podrían ir en tiempo, según lo eh, programado, como decimos, por parte de la organización. Los vehículos están todavía todos arriba, después de haber realizado esta manga de entrenos, y por tanto nosotros que vamos a hacer un alto en el camino vamos a esperar a que regresen para eh, bueno, pues preguntar las impresiones de los participantes después de esta manga de entrenos iremos también con eh, bueno pues eh, opiniones por parte de la organización veremos si y por aquí también por cierto autoridades representantes institucionales todo ello se lo iremos contando a lo largo de esta mañana aquí en radio brique les recordamos antes de eh, poner este punto y seguido que eh, pueden eh, colaborar con nosotros con sus imágenes. Todas aquellas personas que estén a lo largo del tramo, incluso bueno pues eh, oyentes que puedan estar viéndolo desde sus casas, porque queden cerca eh, de la barriera de Andalucía. Imágenes, en definitiva, de cómo viven ustedes esta subida Ubrique. Enviéndolas, eh, si les parece, a eh, nuestro correo electrónico, radiubrique.com o bien también vía WhatsApp, eh, pueden colaborar con nosotros y la reflejaremos a través de nuestro perfil de eh, Facebook. Así que, eh, lo dicho, vamos a poner el punto y seguido, hacemos un pequeño paréntesis, esperamos a que los vehículos bajen de nuevo hasta aquí, hasta la línea de salida, y enseguida vamos con protagonistas de esta jornada de domingo en la vigésimo tercera edición de la ubrique Subida Ubrique. 23ª Subida ubrique.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 Sé que suena loco, pero no me gusta tanto estar un día más así, yo no la aguanto. La a la luna, vámonos para cine, vámonos a darle un beso. Que nunca se termine, si quiere algo serio, hay que ver mañana si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana. No nada, tranquila, hay que ver mañana.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 Sola. Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como esa idiota. No idiota, si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que es a que se clavo Y dile que se joda, que se joda. Yo llevo la cuentas hasta la quinta vez tercera Subida Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña, los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo, Radio Ubrique con la vigésimo XXIII Subida. Bueno, pues la tercera manga de entrenos que acaba de finalizar hace bien poco, los vehículos que ya pues han hecho la bajada y, y imagino que en breve va da, da a dar comienzo la primera manga de carrera oficial de esta jornada de hoy, ¿no Jesús? Pues en breve debería, pero lleva un poco de retraso porque la salida estaba estipulada para eso de las 11 y cuarto que ya se han superado, una hora que ya se ha superado y que en este caso pues vemos que hay actividad frenética aquí en el parque de trabajo, pero todavía no se han puesto los vehículos en marcha. Creemos que es un buen momento para, eh, en este caso, pues ir recabando las impresiones de los eh, pilotos que este... Eh, ...años están participando aquí en Ubrique... ...sobre todo pa, para hacer balance... ...de lo que fue la jornada de ayer... ...la jornada del sábado, ya saben... ...la primera de las dos que componen... ...esta subida Ubrique... ...y en la que se desarrolló la carrera número uno... ...ahora mismo, hace unos instantes... ...como podemos comprobar... ...acaban de llegar los vehículos aquí a la zona de trabajo... ...tras una limpia tercera manga de entrenamientos... ...y eh, ahora tienen por delante... ...lo que es eh, la segunda manga... ...de carrera oficial, en la que, para el Campeonato de España... ...en la que suponemos que los vehículos ya empezarán ahora sí... ...a dar eh, lo mejor de, de sí mismo Nosotros nos encontramos ahora mismo eh, en la zona donde eh, se encuentran los eh, el parque, la plaza... ...donde se encuentran eh, la mayoría de los pilotos de nuestra localidad. Eh, recuerden que en el día de ayer el mejor de los nuestros fue el eh, ubriqueño Juan Miguel eh, García... Juan que conseguía una decimocuarta posición de la general por delante de Esteban Gutiérrez y en este caso también de Geray Benítez. Vamos a ver si tenemos eh, la ocasión de hablar con el piloto ubriqueño, Juan Miguel García, que lo tenemos ahora mismo aquí con nosotros. Juan buenas buenas tardes, buenos días. Buenos días. Eh, ayer una jornada, la del sábado por la tarde Que se desarrolló con unas condiciones especiales Y de las que pues saliste recortado Porque conseguiste todo un decimocuarto eh, Puesto de la General Nacional Supongo que muy contento, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy contento Tuvimos la suerte de que salimos en seco Las últimas curvas sí estaban un poco más húmedas Pero esa suerte con la que contamos ayer De todas formas el coche va bien Yo voy bien, tranquilo Y disfrutando de la carrera eh, Si hay una palabra que te caracteriza a ti es regularidad ¿Quién la ha subido a Pues parece que sí, regularidad. Por ahora va todo bien y intentamos terminar todas. También tenemos nuestros sustillos como, como todo el mundo, pero bueno, intentamos ser regulares. Ayer, digamos que fue una, una jornada especial, neutralización de, de una manga, que no sé si tuviste la ocasión de, de poder hacer. Eh, luego, pues la lluvia intermitente, que tampoco aclaraba muy bien la, la situación o cómo había que afrontar el tramo. Al final, ¿qué hicisteis? Sí, yo tuve la opción de yo subir ayer las tres veces y la verdad que con la lluvia pues siempre dudando de si llovía más o si llovía menos. Siempre con el coche he intentado a punto, por si llovía pues cambia las gomas y está preparado, pero subimos las tres veces en seco. Ya arriba la última manga así estaba, las dos últimas las tres últimas curvas estaban húmedas ya y ya cuando llegué a Benocard ya ha empezado a llover el chaparrón fuerte. Fue lo que a nosotros nos vino muy bien. El vehículo vemos que respondiendo a la perfección y sin ningún tipo de problema, ¿no? El vehículo perfecto. La verdad es que muy contento con él. Desde que lo compré, la verdad es que pocos problemas me ha dado. Y por ahora muy, muy contento con él. ¿Y hoy qué tal? La primera de esta manga de entrenamiento. No sé cómo eh, se habéis encontrado el trazado porque la lluvia de ayer iba acompañada de barro. No sé si está muy muy sucio el piso. ¿Cómo lo habéis visto? Pues exactamente. Yo tenía eh, gente, familia la, los tramos de arriba. Me dijeron que había muchas humedades. Hay una frenada como Santa Lucía, que estaba muy húmeda, entonces nos hemos tomado con calma. Eh, ve cómo está la carretera, cómo está el asfalto, cómo van los neumáticos después de la lluvia. Y, y, y nada, intentaremos ahora la manga de carrera dar un poco más, porque hemos hecho un tiempo, comparado con el de ayer, demasiado asesivo. Eh, ¿Muy sucio el tramo o no? Eh, Santa Lucía estaba sucio. Eh, después, pasando el primer momento, también había una derecha más, más sucia que ayer. Pero por lo demás está, está perfecto. Supongo que con el paso de los vehículos y el aumento de la temperatura ya se encontraréis ahora mismo totalmente seco y exentos de humedades, como tú dices. Sí, sí, sí, esperemos que sí. La verdad es que ya viniendo hacia abajo ya estaba más seco y ahora con el solecito siempre tan poco más, pues, a óptimas condiciones para disfrutar. Juan Mí, ¿cuál es cuál es tu planteamiento aquí este año en Ubriken? Pues disfrutar, yo siempre salgo a disfrutar, intentar siempre pelear conmigo mismo. Si el año pasado marco un crono, este año intenta superarlo. Por ahora lo vamos consiguiendo y ya está, disfrutar, disfrutar de los amigos, de la familia y pasar aquí un buen fin de semana. Uh -huh. eh, primer Segunda prueba del Nacional, no estuviste en Estepona, eh, no estuviste en Algar tampoco, eh, ¿tienes intención este año de hacer más pruebas? Sí, sí, eh, nosotros la subida corremos aquí porque mi pueblo y porque por el ambiente, lo, los patrocinadores y, y demás. Nosotros me gusta mucho más el rally y, y entonces este año tenemos intención de hacer la Copa Federación. Eh, mi coche está metido ella por ser el moto que lleva y te tenemos que en los 4 o 5 rallies que nos hacen falta para puntuar empezaremos con el rally de Jerez dentro de un mes y por ahora esa es la intención, rally a rally pero intentar estar en 5 o 6 Jerez, Sierra de Cádiz y que otros, lo más cercanos eh, geográficamente ¿o? exactamente, Ronda y Sevilla y después iremos a Granada en el último ya de la temporada ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos eh, a hacer ahora en, en esta primera manga de carrera del Nacional? Eh, pues ahora intentaremos apretar, por lo menos llegar el tipo de ayer. Marcar el mismo crono de ayer y, de, y ver sobre todo la reacción de, del coche y de si se puede apribir un poco más, que yo creo que sí. Hay que sacarle un poco más de partido. Javi, recuerdo la, las primeras ediciones tuyas. Eh, bueno, que siempre estás ubicado en la, en la misma zona, pero hoy la diferencia de este año es que hay una cantidad de gente increíble. ¿eh? Muchísima gente. Allí había muchísima gente, hoy mucha gente. Eso es bueno para todos. Disfrutamos mucho más y la verdad que, que sí. Que también eh, yo cuando empecé a correr me pegué dos años, tres años y corriendo en lluvia. Quiero que no, la lluvia echa mucha gente atrás eh, y, y con el solecito disfrutamos todo. Parece que va a ser una jornada para, para disfrutar. Pues nada, Juanmi, que muchas gracias, enhorabuena por esa decimocuarta posición de ayer. Nada, a mejorarla, si se puede. ¿eh? Sí, sí, claro, mejorarla. Intentaremos mejorarla. Y cómo no... Eh, ya que estamos aquí, dar las gracias a los patrocinadores, que sin ellos y sin mi familia y amigos no podríamos estar aquí. Sí, por favor, que se me ha pasado. Si le podemos dar un poco de, de, publicidad. Eh, de publicidad, mejor todavía, porque sin ellos es imposible que, que salgan aquí los pilotos más modestos, digamos, los pilotos locales. Que, que ¿Tienen la oportunidad? Pues sí, pues. como no, a mis familiares, Bonitura Sierra, Construcción de Sierra y Caraboz, Troqueles Chacón, eh, Tardío, eh, Paco Bazán... Eh, una de decoraciones José Antonio, decoraciones eh, Aloha y gente así, la Margarita Floristería, que, que sin ellos sería imposible estar aquí. Pues desde aquí también agradecerles a ellos pues esa, esa colaboración y que se vuelque, no con el automovilismo en general y con los pilotos locales en, en particular. Pues nada, Juan que muchas gracias y mucha suerte ahora. Muchas gracias a ti. Venga, gracias. Pues ahí estaban las palabras del piloto ubriqueño, que fue el mejor... ...de los eh, nuestros eh, en la jornada de ayer eh, sábado... Eh, ...vamos a ver si tenemos también eh, la ocasión... ...aprovechando ya que estamos por aquí... que vemos eh, pues bastantes movimientos... ...de eh, tener la posibilidad de, de hablar con eh, algún otro más... ...algún otro piloto más, eh, en este eh, instante por ejemplo... ...tenemos eh, por aquí y cerca... A, ...a otro briqueño en este caso otro eh, debutante... ...vamos a ver si podemos eh, hablar un par de minutos eh, con Cristian Vázquez... Que ...lo tenemos por aquí, Cristian, buenas tardes... ...ay, perdón, perdón... <ríe> ...quería decir con, con Alberto Domínguez... ...Alberto, buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué tal, eh, cómo ha sido tú, eh, la, digamos, la prueba de ayer... Eh, ...una carrera que estuvo muy condicionada, digamos, por los parones... ...por la neutralización, por la lluvia intermitente... ...¿cómo te fueron las cosas?... Pues ayer la primera manga tuvimos un problema eléctrico y, vamos, tuvimos que retirarnos. Y ya la segunda la arreglamos y fuimos la segunda y la tercera bien. En la, en la segunda tuvimos un pequeño toque en la última curva con un malecón, pero vamos, nada nada grave. Todo solucionado, todo correcto. El objetivo es intentar terminar, queremos correr varias pruebas este año y la intención es disfrutar, hacernos al y terminar. Una jornada o un panorama muy diferente el que se presenta hoy con el de ayer, ¿no? Sí, bastante. Ayer temperaturas fría farto medio húmedo medio mojado medio secos. Hoy, al parecer, la primera manga había algunas curvas arriba un poco húmedas, pero ahora ya están todas secas, parece que está el sol ya calentando un poco el asfaltos. ¿Cómo te has tomado esta primera manga, entonces? Tranquilo, la verdad, porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Había curvas seca curvas mojada no nos atrevíamos a arriesgar a matar la cuenta. Algo que va a desaparecer ahora supongo no con el, con el paso de vosotros. vamos a intentar correr un poquito más porque ahora es la oficial ya pero como te dice sin arries demasiado porque el objetivo fundamental a terminar líneas generales cómo está tu vehículo está bien la verdad que está, está bastante bien está dando buenos resultados dio bastante bien digo no te está dando problemas de, de ningún tipo ¿lo nada eh, el problema allá de la primera manga del problema eléctrico pero por ahora perfecto Se ha podido subsanar, digamos, para la... Sí, la... reparó ayer la segunda manga, lo pudimos reparar perfectamente, y hasta ahora el coche va bastante bien. Alberto, nos comentas que tienes un planteamiento de esta temporada, no solo correr aquí en Ubrique, sino eh, en otras pruebas, ¿de rallies y subidas o solo subidas? Me gustan más los rallies, la verdad. Tengo pensamiento correr rally de Jerez el próximo el mes, el próximo mes. si todo va bien me gustaría hacer rally de Ronda también. ...y ya después de verano pues ya veremos... ...a ver, según la economía y según todo como esté... ...pues así haremos... Uh -huh. eh, ...una temporada que eh, que es imposible digamos afrontarla... ...si no es con la, con la ayuda de patrocinadores supongo... ...que son los que te estarán apoyando... ...y te vamos a decir lo mismo que a Juanmi... ...que tienes aquí un micrófono para agradecerle a todos ellos... ...y bueno, dan un poquillo de felicidad... ...sí, quiero darle las gracias a todos los patrocinadores... Eh, a todas mi familia y mis amigos que me han estado ayudando y han hecho posible esto, porque la pasada temporada tuvimos un, un accidente en el mes de septiembre y gracias a ello hemos podido reparar vehículo para, para poder estar hoy corriendo. Alberto, ¿qué te parece el ambiente que tenemos este año por aquí? Esto parece eh, más una feria ¿no? que, que una prueba, digamos... ...en el buen sentido de la palabra... ...por la cantidad de gente, de amigos... conocidos sí, que tenéis por aquí... ...siempre mucha gente aquí en este mundillo... ...la verdad que lo que más me gusta... ...el ambiente este, todo el mundo de ayuda... ...todo el mundo se ofrece para darte lo que lo que haga falta... ...la verdad que aquí todos somos como una gran familia... ...siempre nos pedimos cosas, nos ofrecemos... ...para ayudar y que sea... ...por ejemplo, quienes forman parte de tu equipo? Pues aquí tengo a mi padre, mi madre... Eh, ...mis amigos que también están por aquí... Y después lo que te comento, estos también son compañeros y amigos de toda la vida y yo le ayudo a él, él me ayuda a mí, le dejo una llave, él me deja otra y, y realmente lo que te digo, somos como una gran familia. Nada, Alberto, muchas gracias y a disfrutar ahora eh, en estos dos tramos de carrera. Esperemos que, como tú dices, se puedan ir bajando esos tiempos. ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí estaba el piloto eh, ubriqueño, eh, Alberto Domínguez, que es otro de los eh, que ya, no debutantes, sino de los que ya ...han estado eh, por aquí en eh, la subida Urique en otros en otros años. Nosotros, mientras seguimos por aquí... ...intentando eh, recabar impresiones de los pilotos de esta zona... ...vamos a pasar en la conexión a nuestro compañero Juan Carlos. bueno pues nos vamos eh, a quedar eh, con protagonistas desde la línea de salida... ...donde por cierto vemos como poco a poco van eh, acercándose... Eh, ...representantes de la Corporación Municipal... ...enseguida vamos a hablar con, con ellos por ejemplo... Diferentes, ...de diferentes grupos políticos... ...tengo por aquí al jefe de la policía local... Eh, ...vamos a conversar con él unos instantes... ...para eh, hacer balance de lo que ha sido la, la jornada... ...sobre todo de eh, este sábado noche ¿no?... ...ayer hablábamos con José Benítez Salguero... Eh, ...y comentamos un poco el arranque de la subida... ...en cuanto a incidencias... ...también esa noche del viernes al sábado... Eh, ...y bueno pues igualmente vamos a... ...a completar lo que es eh, esa valoración... José Benítez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues eh, jornada que, eh, ¿cómo se saldó? En la jornada me refiero, digo, eh, sobre todo esta noche, ¿cómo fueron las cosas? Pues se ha desarrollado con total normalidad, como cualquier otro sábado normal, fin de semana normal, eh, con baja afluencia de, de personas en la, en la localidad, pero ningún tipo de incidente digno de, de reseñar. ...decíamos que en la noche del viernes... ...se realizaban controles de alcoholemia, de drogas... ...como es habitual de verificación de vehículos también... ...ayer creo que también estaba previsto... Eh, ...decíamos que el viernes... ...ningún positivo, ¿cómo fueron las cosas ayer? Pues como como estoy diciendo... ...pues se desarrolló con total normalidad... ...y efectivamente tampoco ha habido ningún positivo... ...ni en alcohol, ni en droga ...y lo, lo normal de un fin de semana... ...quejas por ruido... ...porque hay más gente de la normal en nuestra localidad... Y, pero poco más que, que destacar, nada más. Eh, sé que el tramo, lo, evidentemente fuera de nuestra localidad, es eh, ya vigilancia de la Guardia Civil. No sé si te llega información sobre, porque también iba a ser un punto importante, no el control de, del tramo por la noche, si ha habido también ahí alguna incidencia o tampoco. No, en principio no tengo conocimiento de que haya habido ningún tipo de incidencia en el tramo, ni durante la prueba ha habido ningún tipo de como como digo, ningún tipo de incidencia y todo se está desarrollando dentro de la normalidad, aparte de los percances que ha habido con, con el tema de los de los pilotos de los coches, que como bien dijimos ayer se suspendió aquella segunda manga de entrenamiento que había, pero por lo demás todo está discurriendo con una normalidad absoluta. Y en cuanto a tráfico, si nos metemos en ese ámbito, eh, hablamos, ¿no? de que el corte de carretera evidentemente por la acumulación del retraso, al final eh, se iba a producir más tarde de lo previsto, al final no sé si fue sobre el, algo antes de las ocho, eh, más o menos, eh, y bueno, pues eh, te quería preguntar también en ese sentido, eh, porque creo que de todas maneras sí que es cierto que después se recuperó la normalidad rápidamente, no hubo un embotellamiento de, de horas, ni mucho menos, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, debido a, lo, a los incidentes que ocurrieron en en la competición pues se retrasó un poco la, la apertura de la carretera uh, para la circulación y estaba previsto que fuera sobre las 7, 7 y cuarto de la tarde que se abriera la circulación, pero como bien digo, a raíz de esos incidentes que hubo en, en la carrera, pues se retrasó un poco y, y se abrió sobre las 8 menos cuartos aproximadamente, pero que en 15 o 20 minutos la circulación estaba completamente restituida y por lo menos lo que era la salida de ubrique sí se colapsó un poquito porque en fin, los vecinos sabían que a partir de las 7 se, se abría y entonces se fueron concentrando eh, a partir de las 7, como digo, se fueron concentrando. Tuvieron que esperar un poquito, tuvieron que esperar esos 20, 30 minutos que, que se retrasó la carrera, pero bueno... ...como digo, a partir de las 8 menos cuarto se abrió... ...y en 15 20 25 minutos... ...estaba totalmente retrovestida la, la circulación. Nosotros le animamos, por supuesto, a los oyentes... ...a que nos sigan para saber exactamente, ¿no?... ...porque al final, esto depende de la incidencia... ...del retraso que se vaya acumulando... Eh, ...esperemos que hoy, en concreto, eh, recordemos que... ...a las 3 de la tarde está prevista la reapertura al tráfico... Eh, ...por los tiempos, la verdad es que se tiene bastante de margen por ahora... Eh, pero bueno, nunca se sabe cómo va a marchar la, la mañana este mediodía. Hay que destacar que, en general, por tanto, en todos estos aspectos existe bastante concienciación por parte de los ubriqueños, la experiencia es un grado y, y bueno, pues eh, es cierto que también colaboran en, en todos estos ámbitos, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo comenté la última vez que estuvimos hablando, eh, la comprensión de, de lubriqueño ubriqueños, eh, la experiencia que tenemos ya con, con las tantas ediciones que se llevan celebrando del rally, ...y yo lo, lo comentaba ayer y lo comentaba esta mañana con los compañeros... ...que a la hora del corte de la carretera, o sea, pasaban muchísimos coches antes... ...pero daba la hora en punto del corte de la carretera como eran las once y media... ...y hoy a las once y, y ya no había ningún vehículo esperando para salir... ...eso quiere decir que se ha hecho una labor tanto los medios de comunicación... ...como por parte del ayuntamiento, por parte de, de la organización... De, ...de difundir y dar propaganda a los horarios de corte y ha llegado a todo el mundo y todo el mundo está muy concienciado y, por supuesto, el comportamiento, no me canso de repetir, que es excepcional. Pues eh, nosotros que eh, nos alegramos y destacamos, ¿no?, esa, esa noticia, la ausencia de, de incidencias en definitiva, como suele ser habitual. Por otra parte, eh, la verdad es que en este fin de semana de la subida Ubrique puede haber algún percance, algún incidente aislado, pero incluso ni eso, ¿no?, este fin de semana, así que, esperemos que finalice así así lo iremos comentando eh, así que agradecemos a josé Benítez, jefe de la policía local que nos haya acompañado como decíamos la verdad es que los agentes de la policía también eh, todos los disponibles todos los integrantes de la, la plantilla turnándose a lo largo de todo este fin de semana ¿no? si sí, efectivamente ya lo hemos comentado que prácticamente la plantilla trabaja durante todo el fin de semana y como bien dice esperemos que a partir de, la, de las 3 de la tarde haya terminado todo ...se restablezca el tráfico... ...y que continúe como hasta ahora... ...sin ningún tipo de incidencia. José Benítez, lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos con ese deseo... ...de la policía local... Eh, ...de que todo transcurra... Eh, ...igual que está... Eh, ...bueno, desarrollándose por el momento... Eh, ...como decimos, bueno, pues con... Eh, ...ausencia de, de incidentes... ...y bueno, pues nos... Eh, ...vamos a quedar con más protagonistas... ...no sé Jesús, sí... Eh, ...pues eh, por esa zona con... ...pilotos subriqueños... De todas formas, eh, en ese caso nos quedaremos enseguida también con representantes, ya decimos, de la corporación local, que vemos de los diferentes grupos políticos que se van acercando también por aquí eh, para presenciar lo que es esta eh, subida ubique. Eh, Jesús, comentaros. Pues sí, seguimos aquí, eh, eh, aprovechando pues este pequeño parón que hay entre una manga y otra, todavía no ha arrancado la manga de carrera y vamos a ver. ...si... Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? vamos a seguir intentando... Eh, ...mantener, eh, poder hablar con alguno de los eh, pilotos de eh, nuestra localidad... ...que en este caso eh, participan en la Subidubrique... ...tenemos con nosotros a Rubén Pérez, eh, que repite este año, debutó el año pasado... ...y este año de nuevo aquí en la salida, Rubén, buenas tardes... Buenas... ¿Qué tal, cómo va el fin de semana? Pues bien, movidito, pero bien... Ayer tuvimos, como tú dices, una jornada, una tarde, una tarde movidita... Eh, ...neutralización de tramos, eh, la lluvia que no sabíamos por dónde venía... Eh, ¿cómo, ...¿cómo la viviste? Bien, en verdad, bien, tuvimos un pequeño percance en la gasolinera... ...pero se cerró para adelante, y ya está, y para arriba siempre... ...terminaba todas las mangas y fuera. Pudiste salir la, la segunda manga, ¿no?, la neutralizada. bien, no... ...me colló el que se chocó, venía detrás mío, uh -huh. que espero que esté bien... ...y ya está, pero salimos las tres... ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste ayer? El, el primer año, eh, obviamente con muchos nervios, era el año de, de debut ¿Este año ya ha, se ha notado esa experiencia de, del año pasado? Sí, este año un poquito más calmado, pero que es lo mismo de siempre Cuando llega llegas más foro ya cuando empiezan un poquito los nervios ya cuando sale ya se quita todo uh -huh. Ya todo para arriba y que te salga bien Ya está. Eh, como decimos eh, eh, Ayer, pues pudiste finalizar Como tú comentas, los tres tramos con algún problema que otro ¿El vehículo cómo se encuentra ahora mismo? Ah, el vehículo está perfecto, el vehículo no tiene ningún problema Ahora mismo, Un poquito de ruedas La doblada, pero sin problema ninguno Que va bien y todo, termina las tres mangas y ya está Qué tranquilidad a eso, ¿no? Para poder afrontar la, la prueba El que sepas que va, todo y que va todo bien Y que solo depende de ti, ¿no? No, sí, la verdad es que sí, yo no tengo Estos cosas en verdad no fallan, son muy duros para partirlo Y por ahora ningún problema. Mm. Y esta parte yo es cosa que tenía yo primero cuando me saqué el carnet, con que también sé más o menos cómo va. Mm -hmm. Bueno, Rubén, ahora ha comenzado una nueva jornada, un panorama totalmente distinto al de ayer, soleado. como ha sido esa primera manga de entrenamiento? Perfecta. Yo, como ayer, con gomas de calle y para arriba. Yo no llevo gomas de competición ni nada porque, ¿para qué? Esta garra es mejor y fuera. Mm -hmm. ¿Y ¿Cómo has visto el, el trazado tras las lluvias de ayer? No, el trazado está perfecto. Y mucho ambiente, perfecto todo. ¿Y ahora, ¿cuáles son, cuáles son los planes en estas dos mangas que tienes por delante? Los planes terminar, con el coso entero y para por el coso, Rubén. Eso es lo que ellos quieren. Rubén, este año, por cierto, eh, ¿vas a estar presente solo en Ubrique o, o estás o, o, estudiando la posibilidad de, de estar en, en alguna que otra prueba? Hombre, la posibilidad de estudiar según el tema económico. ¿Sí? Yo quiero ir a BG, con que te puedes ir, Avejero, quiero correr yo desde hace tiempo. Con que siete años se puede pues se va para allá. Tú es de bien eh de bien nacido, ser agradecido, ¿no? Dice dice el refrán y en este sentido eh, queremos hacer referencia a los sponsors, los sponsors que, que te acompañan o, o aquella gente que te apoya para que que puedas salir hoy aquí en Ubrique. Pues sí, en verdad dale las gracias porque sin ellos no fuera sido posible, todo el ponzo me paga la carrera como quien dice y la ayuda de mis familiares, de mi novia y de todo pues, ha sido posible esto que si no fuera uno salido. ¿Qué qué son en concreto? Con pues, mi prim, más que era mi primo, amigo muy cercano y amigos, amigo y primo, uh -huh. que no son tirando, tirando de familia. ¿eh? Sí, de familia, de familia y amigos. Pues nada, Rubén, que nos alegra mucho que te vaya yendo que te esté yendo bien en esta, en esta edición y nada, pues a disfrutar de estas dos últimas mangas, ¿vale? Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias bueno. a ti. Pues esas eran las palabras de Rubén Pérez, uno eh, de los pilotos que debutó el año pasado y que este año ha repetido aquí en, en Ubrique. Bueno, vamos eh, a seguir por aquí, y tanteando, en este caso tenemos por aquí otro, otro piloto que eh, en este eh, pues eh, en breve va a hacer va a ser la salida para eh, lo que va a ser eh, la segunda manga de, eh, de carrera eh, seguimos por aquí rondando buscando protagonistas juan carlos te pasamos la conexión por allí por la zona de salida pues eh, nosotros por aquí por la línea de, de salida vamos a eh, conversar eh, con Eh, bueno, pues eh, en este caso, como decimos, representantes de la eh, corporación local. Vamos a hablar también eh, con eh, bueno pues eh, algún representante, alguna representante de la Diputación Provincial que se ha acercado por aquí para presenciar en directo, en vivo, lo que es el desarrollo de esta subida, que por cierto que el coche está ya en la línea de salida y por tanto esto significa que en unos instantes se va a poner en marcha lo que es esta ...mangas de, de carrera. Ojo, por tanto, eh, sitúense bien a todos los espectadores que están eh, ubicados a lo largo del trazado y al resto de personas que nos están siguiendo, pues mucha atención porque ya decimos que llega lo verdaderamente importante, lo que es el desarrollo de estas mangas de, de carrera en un horario más o menos el que estaba programado, nos vamos a quedar con, como decimos, representantes tanto de la Corporación Municipal como de la Diputación Provincial... Damos la bienvenida tanto a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique. Buena, eh, buenas tardes ya casi, eh, cerca de las 12 Buenos días todavía. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos también disfrutando no de aquí de lo que es la, la subida Ubrique y, y bueno, haciendo un poco de cicerone, no de, de guía a representantes como en este caso Isabel Moreno por parte de la Diputación Provincial. no Isabel eh, también, Isabel Moreno, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias ¿eh? por la invitación. Siempre importante ¿no? que haya representación de las distintas eh, entidades, de las distintas administraciones que también colaboran con esta subida. Es fundamental, Juan Carlos, porque yo creo que a veces la apuesta que hacen las distintas administraciones por sostener en el ámbito... Bueno, esto trasciende a lo municipal, ¿no? Pero es eh, que es importante que conozcan sobre el terreno pues la ascendencia, lo que supone la influencia de público, de la organización y así seguro que se encuentra un respaldo incluso mayoritario en las posibilidades que se puedan de cara al futuro. Este año es verdad que el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte no ha podido venir, eh, Dani Moreno, porque está, tenía agenda hoy en el campo de Gibraltar y que mandaron un saludo a toda la afición de ubrique hoy, pero bueno, a ver si la para la siguiente edición puede llegarse. Yo voy aquí con esta diputada de Más de la Sierra, ...es que pues, acompañarnos y también, como digo... ...a, a comprobar pues la, la importancia que tiene la subida... ...Urique Benaoca. Salmo Moreno, que además estuvo hace muy poco tiempo... ...por aquí, por ubrique presentando... ...lo que eran eh, los proyectos a través del de, de Profea... ...nuestra localidad. Así es, sí, acompañé a, a, la, a la alcaldesa... ...y bueno, para un poco comentaros... ...cuál había sido la trayectoria última... ...en cuanto a los, los programas del PES... La, ...los incrementos que se habían venido... ...recibiendo por parte de la Junta de la Diputación... ...y bueno, la satisfacción también le, le mostré... ...porque, bueno, pues está haciendo una gestión... ...por parte del Ayuntamiento... ...bastante satisfactoria, ¿no?... ...desde el punto de vista de la Administración... ...invirtiendo en aquellos proyectos que tienen... ...futuro, ¿no?... ...del punto de vista turístico... ...del punto de vista de la mejora de la infraestructura... ...para el municipio de Urique... ...y bueno, pues muy también manifestarle mi, mi satisfacción... ...como responsable de, de esos fondos... ...y bueno, hoy como Diputación... ...pues creo que tenemos que estar... ...apoyando estos eventos... ...desde las diferentes Administraciones... Yo me siento orgullosa como diputada de la Tierra el poder compartir con ella uno de los eventos más importantes ya digo de Andalucía desde el punto de vista de, del motor y de la provincia de Cádiz, sin duda, el, el segundo más importante después del campeonato de motociclismo de Jerez. Y, bueno, el comprobar que la, el apoyo de la Diputación que hace, bueno, a través de aquí de la escudería de Ubrique, pues importante porque se traduce al final en desarrollo económico en un fin de semana que se moviliza todos los recursos en favor de la economía, de los establecimientos turísticos, hoteleros y también, bueno, pues que los aficionados del motor puedan comprobar que tenemos en Ubrique un evento importantísimo que desprender y que, bueno, que, que también muestra lo mejor del municipio de Ubrique. Así que, bueno, mocharle mi satisfacción y darle mi enhorabuena a la Ayuntamiento y a la Alcaldesa Una apuesta de diputación que además se ha venido incrementando en estos años, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ya tenemos que recordar que el año pasado la diputación dio un refrendo mayor a la escudería de Urique, de la forma que además el Ayuntamiento entiende que tiene que ser, que es a través de la subvención nominativa a la escudería de Uriques, son los organizadores y de esa manera también garantizamos que luego la canalización de los recursos públicos sea directa a la organización y no dependa quizás de alguno pudiera interprettar lo así aunque no me doy por aludir ni mucho menos por el gobierno provincial pero que no puede haber cambios alanados entre comillas de los futuros gobiernos provinciales no que ya queda como algo más seguro y garantizado del punto y ahora que va dirigido directamente a la escudería de Ulriquez el moreno que no sé si es la primera vez que estaba en esa que ha visitado lo que es la subida en sí sí porque desgraciadamente el primer año tuve el fallecimiento de un ser personal muy directo mío y me tuve tuve que abandonar ese esa palmercha visita que, que iba a hacer, pero bueno, eh, actualmente la verdad que estoy muy contenta y le doy una enhorabuena tanto a Ejadería Dubrique como al alcalde, a la alcaldesa, como al Ayuntamiento, y toda la organización, porque puedo comprobar que es un evento de gran magnitud y una organización que no se puede, eh, vamos, no se puede hacer mejor, así que enhorabuena. Vamos decir por, ta, por tanto que el apoyo de Diputación está garantizado, ¿no? Para próximas ediciones digo, porque eh, digo por lo que eh, lo que estáis en cuenta público Y a lo que se moviliza en general en cuanto a medios diferentes entidades pedras Sí, el apoyo de la diputación provincial va a seguir siendo una realidad porque dentro de nuestro objetivo es la apuesta de los municipios pequeños la apuesta de la, la puerta deportiva y del turismo también como como reclamo no turístico en, en una época también que es importante para nuestro municipio en la que bueno pues necesitamos de apoyo de la administración para poder seguir avanzando y mejorando eh, nuestro desarrollo turístico evento deportivo Isabel pero eh, como comentaba eh, también isabel moreno eh, trasciende ¿no? a, la, a lo turístico un gran impacto económico Y, por tanto, una subida que hay que seguir potenciando y hay que seguir eh, cuidando, ¿no? Así es, Juan Carlos. Está claro que trasciende, como decíamos, de lo local. Se convierte en una prueba capicomarcal de la Sierra de cádiz porque tiene su influencia económica en múltiples alojamientos de municipios vecinos y luego trasciende lo deportivo para convertirse también en un evento, una oportunidad turística de conocimiento claro. de los pueblos blancos y, concretamente, rubrique. Hay que resaltar que, estos 10 participantes que llegan el viernes se tiran todo el fin de semana, al menos ellos no todos los, los equipos que participan junto a sus familiares que, que comen y viven aquí durante el fin de semana y luego ya lo que es la prudencia del público en general, así que yo creo que también apostando por desde el año pasado como sabes también, hicimos esta apuesta decidida con la organización como lo puede ser de otra manera, para intentar acercar la prueba al pueblo, para introducirla un poco más y aquella presentación del año pasado se ha desprendado en este año en no, no, no, no, no, pasado por una gran multitud de personas que han ido para conocer la presentación de los distintos vehículos, de los pilotos, que es verdad que luego la carrera es más impersonal, es más distante, y esa presentación va cogiendo, como digo, eh, otras matices que yo creo que acercan también el conocimiento de lo que es los pilotos, los equipos, las propias características técnicas de los vehículos, y también lo más importante, que al final es tener el peso en la restauración, en los bares, los negocios y comercios de nuestro municipio ...que es lo que también, bueno, pues hay que mirar de manera siempre directa... ...para que toda esta actividad deportiva pues se convierta... ...como decía la diputada, en un impulso económico de, del propio municipio. Además, no, esto hay que sumar que afortunadamente como suele ser habitual, ¿no? Eh, a lo largo del fin de semana no está habiendo ningún tipo de incidencia... Eh, ...en carrera, las habituales, pero además fuera... ...hemos hablado con el jefe del, eh, de la policía local... ...que decía que ninguna incidencia reseñable... Eh, a pesar de que, evidentemente, hay un mayor número de personas que se acercan hasta nuestra población. Sí, es verdad, Juan. <risa> el número de, de público, el número de personas que vienen siempre está riesgo potencial porque somos muchos y no todos somos prudentes. A veces nos encontramos, en fin, con gestos actitudes en cívica que ponen en peligro muchas veces no solo lo de uno mismo, sino de otras vidas. Y es una alegría pues comprobar de que la mayoría del público va atendiendo a estas recomendaciones que también durante días previos vamos haciendo énfasis a través de la organización dentro del ayuntamiento y ...para poder llevar a cabo el cumplimiento de todas las normas... ...para que no nos llevemos ninguna sorpresa... ...y evitar en la, en la medida pues todo el riesgo... ...que puede suponer pues tener a un coche corriendo... ...en esta carretera de Ubriquevena Oca fantástica... ...con estas curvas... ...que puede haber cualquier momento en que se salga... ...y el público está desde luego a, a los laterales en la cuneta... ...y por eso hay que tener mucha precaución... ...y hacer siempre caso a todas las recomendaciones de la organización... ...dejando muy delimitada las zonas donde se pueden estar... ...y donde no podemos estar... ...y afortunadamente como bien estaba diciendo... ...que después de ese número de personas... <risa> ...nos ha producido ningún incidente que no importase... ...ahí es verdad que si lo hubo con los vehículos... ...lo comentábamos, la gente que estuvimos siguiendo... ...a lo largo de todo el día pues esas mangas de entrenamiento... ...y ya que la segunda se suspendió... Eh, ...no se hizo íntegramente... ...y ya la, la tercera, bueno la tercera que era la primera de carrera... Y es verdad que fue algo lento. Ayer todo el público pues estaba como un poco desesperado de que van parando mucho la carrera, pero claro, estos incidentes son los más lógicos, los razonables, lo que tienen los pilotos. El tiempo estuvo también entre la lluvia que caía, el, el paraba, en fin, el riesgo del asfalto, también lo que es la lesión al mismo. Y dentro de todas esas circunstancias, pues hay que felicitar también que la mayoría de los pilotos estuvieron a la altura de esos momentos. Pues la verdad es que eh, hoy, además, acompañando el tiempo para eh, hacer que luzca no la, la prueba incluso más. Eh, y, bueno, esperemos que todo siga en la misma línea, eh, esperemos que sea así. Y, nada, agradeceros que nos hayáis acompañado aquí en directo en Radio Ubrique, en esta retransmisión que, que está realizando. Os dejamos que disfrutéis y, además, pues, bueno, porque eh, hay que tener el esfuerzo que hay que mantener aquí. Y os agradecemos que nos haya acompañado con este ruido eh, también de, por parte de, de los vehículos. Muchísimas gracias, Isabel Gómez, Isabel Moreno, la presentación de la Diputación y la alcaldesa eh, ubriqueña Ha dicho, gracias y a disfrutar. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, también por la cobertura que siempre dais a esta prueba automovilística y que siempre estáis a pie de cañón. No os prestan las horas que estáis aquí desde el viernes intentando transmitir todas las novedades, la actualidad el conocimiento también de esos pilotos, de cómo van afrontando el ánimo uh, en esta prueba y hay que reconocer que hay una gran tarea y labor que hay que felicitar también. Así que muchas gracias a vosotros por hacer este acercamiento a todos los oyentes de Radio Brickett. Gracias. Muchísimas gracias. Como decía la, la alcaldesa, de la labor que hacen los medios de comunicación a la hora de transmitir este evento también importante. Hay mucha gente que no se puede acercar, desgraciadamente, y bueno, y que, el que estén usted, ustedes al pie de calle transmitiendo, pues cómo está haciendo el devenir de la prueba es eh, de agradecer a los medios de comunicación y también muchas gracias por la cobertura que nos dais. Gracias a disfrutar. Igualmente, gracias. Las palabras de la alcaldesa de Ubrique, como decimos, y también de eh, la diputada, en este caso representante de la Diputación Provincial, Eh, que, bueno, pues eh, en este caso también mostrando el apoyo de lo que es la entidad supramunicipal. Eh, eh, vamos a ir enseguida con más eh, protagonistas, con más eh, opiniones desde aquí, más impresiones sobre esta subida ubrique, pero eh, eh, llevamos en este caso eh, la conexión hasta Jesús Domínguez, imagino que con pilotos, Jesús. Pues como bien dice nos encontramos aquí en el parque de trabajo y vamos a, a conversar pues con otro de los eh, pilotos de la casa con jesús habolido que lo tenemos aquí con nosotros es buenas tardes hola buenas bueno qué tal cómo se está desarrollando hasta el momento esta vigésimo tercera subida la verdad que muy bien muy tranquilo y cada vanga mejorando un montón uh -huh. eso que para la, eh, lo que fue la tarde de ayer para afrontar digamos la, la prueba pues no veas tú las la condicionantes que que, ...que tuvisteis alrededor, ¿no? Yo no sé cómo cómo o cuál fue la estrategia que seguisteis. La verdad es que sí, en una manga empezó a llover, cambiamos neumáticos de agua... ...después salió el zorro, nos dieron que estaba todo seca, seca la pista... ...otra vez volvimos a cambiar y salimos a los otros En la tercera y definitiva, en la manga de carrera, ¿ostaste por seco entonces? Sí, en la, en la última por seco. Pues que era lo que lo que comentamos ayer, aquí por lo menos daba la impresión... ...de que no estaba lloviendo mucho, pero parece que por ahí arriba la cosa ha cambiado, ¿no? Sí, pero la verdad que cuando me tocaba mi salí me llamaron y ya estaba seco, y digo, pues, neumático de seco, mejor. Y sin ningún problema, ¿no? Pudiste finalizar. La verdad que todo muy bien y todo perfecto. Estamos hablando aquí que los primeros años eh, que, que competís aquí en Ubrique, eh, bueno, pues con este con este Opel eh, quedaban algunos, algunos problemillas, pero parece que ya se han solventado todo, y bueno, por lo menos eh, lo que está haciendo este 2018 no te está dando mucho ruido, ¿no? La verdad que los dos primeros años eran muchos fallos y ya... Tuvimos que arreglarlo todo de mecánica, electrónica ¿eh? y ponerlo todo a la orden del día. Me comentabas eh, un coche que has hecho por entero tú. Yo no sé cuántas horas le has podido dedicar al vehículo. La verdad es que, no sé, un millón de horas, porque es que no te las puedo contar, yo qué sé. No sé y no sé, todo desde mecánica, pintura, todo. Y este año digamos que con un proyecto más ambicioso, porque en principio iba a estar en Algar, no, al final decidiste no correr, pero si sí estuviste en Estepona, ¿no? Y sí, la verdad es que en Argar estaba lloviendo mucho, no teníamos todavía, era al principio al principio del campeonato, no teníamos todavía la, la goma idonia, ¿eh? y estamos por salir en Argar y al final en este poner, al final en este ponla fue peor, porque llovió más, pero bueno, ya teníamos gomas de agua. Eso bajo un auténtico diluvio como como fue ese fin de semana. La verdad es que llovió mucho, mucho, mucho viento, pero la verdad tranquilito y cada manga mejorando mejor. Andomeón. Jesús, ¿qué qué planteamiento tienes para esta temporada? La verdad que eso te pone Ubrique, ahora quiero hacerme que viene el Rally de Jerez, después quiero hacer el Rally Sierra de Cádiz y, de, y después quiero hacer BG y ya está. Tenemos lo que son todas las pruebas aquí de, de la provincia que no son pocas. Sí, por aquí las de la provincia, las que nos gustan más, vamos. Bueno, eh, primera manga la de hoy y la de manga de entrenamiento, ¿cómo te has encontrado el, el trazado? La verdad que está mucho mejor, la temperatura es más estable que ayer y, y muy bien. Ahora parece que ha salido un poquito el y esperemos que aguante así. No sé si, si te dará tiempo de, de observar, supongo que no, con la tensión del vehículo, pues de la conducción nada más, eh, tienes que tener los cinco sentidos de la carretera, pero ¿has visto mucho público? Eh, el público aquí es extraordinario, no sé, pero decían que sobre unas 30.000 personas, el público por todos lados, sobre todo la zona del pluviómetro y la parte de arriba están a tope. Jesús, ¿qué planes tienes ahora para estas dos mangas que quedan todavía de la prueba? Ahora quiero salir un poquito más rápido y, y aguantar. Tampoco queremos romper cosas, que llevan muchas horas en lo alto. Pero conociéndote, intentará, supongo, bajar lo que es tu, tu marca aquí en Ubrique, ¿no? Hombre, ¿En, en, ¿En cuánto está? La, la mejor marca que tengo ahora mismo es 3.05. Hombre, saldremos con un ritmo conservador, pero la vez ambicioso. es una Digamos que tienes hay margen bastante para poder superarlo, ¿no? Yo lo he intentado, por lo menos. Pues a jesús pues como siempre darte las gracias no eh, era buena porque ayer eh, pudiste, pudiste finalizar y terminar digamos con, con buenas sensaciones y bueno pues nada aprovechar y mucha suerte para ahora ¿eh? gracias a ustedes gracias Jesús. pues el lubriqueño que en breve va a proceder ya a tomar la salida en esta segunda manga de carrera que por lo que estamos observando pues parece que se está desarrollando con toda la, la normalidad del, del mundo Pues, eh, Juan Carlos, seguimos eh, por aquí buscando eh, pilotos eh, con los que contrastar opiniones. te Pasamos la conexión y enseguida volvemos. Nosotros por aquí, por el eh, parque de trabajo, donde eh, pues eh, hay tanta relajación, en el sentido de que todavía quedan unos minutos para que salgan los favoritos eh, que bueno pues muchos de ellos se encuentran eh, ahora mismo en el interior de, de hecho de esos tráis eh, a la espera de que eh, bueno pues puedan eh, eh, pues comentar ya lo que es esta eh, manga de eh, eh, carrera vamos a intentar conversar con humberto jansen eh, vamos a eh, acercarnos eh, bueno hasta él ...junto a su vehículo, esperando al inicio de esa manga de carrera... ...Humberto, bienvenido a Ubrique, ayer comenzamos contigo... ...eh, buenos días... ...hola, buenos días... ...bueno, pues, eh, afrontando una jornada... ...que desde luego, eh, al menos en lo que se refiere al factor meteorológico... ...parece que, eh, bueno, pues no va a tener injerencia, ¿no? No, por lo que se ve, no va a acompañar día ...lo que haría falta que hiciera más calor, y... Y se aprovecharía más las partes, se aprovecharía más, porque los tiempos que se están haciendo no son, muy, por lo menos los míos, no están muy respetables. Lo cierto es que ayer la la lluvia que, y, bueno, pues dio un revolcón auténtico a lo a las previsiones, ¿no? Sí, a a lo último los últimos los pillan con agua y ya no hubo manera de coger lo que salieron antes de nosotros en seco. Uh -huh. En tu caso, ¿pudiste cambiarlo neumático, neumáticos o no pudiste? ¿no? Yo sí, sí, sí. ¿Sí sí pudiste a la última hora? En el último momento yo tuve eso, pero ya no. Aunque vayas con mojado, no. De todas formas, bueno, se notaba, ¿no? En el tramo cogió esos minutos de más aguacero, ¿no? Sí, sí, sí. Además, también la primera, y como tú sabes que al día siguiente va a ser bueno, pues tú dices, no hay riesgo porque no sirve para nada. Mm -hmm. y en la carrera se va a correr todos los domingos. Mm -hmm. Al fin y al cabo, bueno, eh, se supone, ¿no? Evidentemente los tiempos mejores van a llegar en el día de hoy, en estas dos mangas de, de carrera, y, y bueno, pues ese es el objetivo. Nos decías que eh, lejos todavía de los tiempos eh, que deben producirse, ¿no? Sí, yo estoy por lo menos a todavía a seis segundos de los tiempos que tendría que estar rodando, y espero con el compuesto nuevo que estamos probando de Tirelli, a ver si puedes conseguirlo. De todas formas, sí que estás ahí arriba, hombre, como era de, de, de prever... Eh, y la pugna, bueno, se supone hoy, parece que sí, digo, por las sorpresas de ayer, ¿no? López Fonbona, Aznar, tirar de la casa. Sí, eh, con, esos, eh, con esa gente es la que se va a jugar la victoria. Eh, y donde se va a correr más, eh, creo que es la última. Humberto, como un especialista, además, no solo en el ámbito nacional, sino en lo que el panorama automovilístico andaluz, Eh, ¿Qué te parece, Ulrike? ¿Cómo está este año, la edición de 2018? Eh, ¿Cómo se está desarrollando? Está está desarrollando muy bien, todo siempre está muy bien organizado, se preocupan por la organización, está perfecto, perfecto, y este año no sé, es que no me acuerdo bien del año pasado, pero parece que hay más gente que el año pasado, <risa> <risa> y, y la verdad es que te choca, porque te quedas mirando, subiendo de carrera, y encima te quedas mirando diciendo cómo puede haber tanta gente, y, y está subiendo lo harto que no lo ve a pena, pero hasta yo lo harto está mirando y es cierto lo que dices porque verdad eh, bueno, uno tampoco se acuerda realmente demasiado bien de cómo fue el año pasado pero es que este año ayer por ejemplo como estaba el tiempo ¿no? ahí eh, con esa incertidumbre y a pesar de eso también ayer había bastante gente ¿eh? y, y bueno hacía viento primero después la lluvia y ahí estaban ¿eh? sí pero Uriques con el aficionado que está hablando eso siempre lo tienen calendario el tiempo a uno aficionado al tiempo le da igual ese apunte viene Pues la verdad es que hoy además con un día como el que ha eh, amanecido y lo estamos comprobando también por las líneas de salida, muchísimas personas que se acercan por aquí eh, y bueno pues se doy una jornada para vivir, disfrutar del eh, espectáculo del automovilismo. Eh, Humberto, con como decimos, el objetivo de estar en lo más alto como ya has hecho en otras oportunidades en Ubrique. Eh, si te parece, seguimos conversando a lo largo de, de esta jornada. Muchísima suerte. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. A palabras de Humberto humbertojanse esperando ya es eh, un momento para tomar la salida en estas manga de carrera que sigue desarrollándose así que parece que eh, afortunadamente las incidencias no están apareciendo como sí si que acontecían en el día de, de ayer eh, esperemos que vaya todo en el mismo sentido y bueno pues eh, sobre todo no haya parones en la competición como esas incidencias eh, bueno pues se eh, aportaban Eh, a lo que es el tiempo previsto como decimos en el eh, día de ayer eh, vamos a quedarnos con más protagonistas, creo que Jesús Domínguez también, nuestro compañero Jesús está con eh, algún otro piloto Pues sí, pues como bien comentas, eh, estamos ahora con otro ubriqueño, con Fran Calvillo... que ...al que vemos que le están ajustando aquí en el vehículo... ...pues una, una serie de reglajes para afrontar lo que va a ser esta eh, segunda manga de carrera oficial. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este, este año, esta edición de la subida? Pues este año está siendo bastante complicado... ...el coche no termina de ir bien... ...y pude correr allí con problemas... Y hoy aún no he podido salir, a ver si logramos reparar con mi existencia para la última carrera Sí, porque ayer lo que eh, lo que fue la, jo eh, la jornada del sábado, eh, te vimos con bastante problemas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa exactamente? Pues la casa de cambio se le rompió un rodamiento y problema de gasolina Está atascado el circuito Aún así pudiste finalizar lo, los tramos, ¿no? Bueno, muy mermado, pero pudiste finalizar. Sí, con problemas, pero pude finalizar. Uh -huh. Bueno, ¿y ahora esta segunda manga vas a poder realizarla? Esta segunda ya no voy a poder salir porque ya mi número ha pasado y no me dan tiempo. Uh -huh. Para la tercera intentaremos. Uh -huh. eh, bueno, es que vemos un mucho trabajo eh, ahora en estos instantes. Lo vimos en la tarde de ayer también. Estabas ahí enfrascado y supongo que la noche también habrá sido algo larga, ¿no? Sí, la noche ha sido larga, uh -huh. bastante larga. Hemos dormido dos horas escasas, más o menos. Digamos que son situaciones que nadie quiere, pero no son situaciones raras, ¿no? Porque casi en general, eh, cuando se dispone de presupuestos modestos, eh, es la, la tónica habitual, ¿no? Claro, nosotros estamos limitados a un presupuesto muy bajo, para lo mínimo. Y podemos competir gracias a los patrocinadores. Uh -huh. eh, por cierto, eh, aprovecha, que patrocinadores? Pues eh, Corte Rosado, Café con Goma Com en Malacas, Campa Sport, Ergoma, Logopiel, Racing Import Spine y algunos más. Digamos que son eh, sin el apoyo de, esa, de esas pequeñas empresas que son las que las que ayudan, ¿no? las que dan ese, ese pequeño empujón para que puedas tomar la, la salida. Fran, eh, en lo que se refiere a este 2008 2018, perdón eh, ¿tu objetivo es estar en Ubrico tiene intención de...? de participar en alguna otra prueba. Mi objetivo este año es hacer Ubrique y probablemente Rally Sierra de Cádiz. Este año vamos a tomarnos lo más tranquilo. Uh -huh. ¿Y de ánimo cómo estás? Aburrido. <risa> se nota, bueno, se nota, pero bueno, esperemos que ahora en, la, en esta manga de carrera. Es que entendemos también que tiene que dar mucha rabia no estar esperando todo el año para esto y que surja precisamente este, eh, en esta prueba, porque eh, antes de ella no venía arrastrado el problema del vehículo, ¿no? Pues eh, en, en Argar salimos también y el sábado fue bastante bien y el domingo empezaron los problemas. Tiene como papel en el depósito. Uh -huh. Y en la, bueno, ahora supongo que se intenta hacer lo, lo, lo máximo para que pueda salir eh, en la prueba, pero suponemos que una vez termine la, la subida habrá que parar más detenidamente a ver qué, qué es exactamente lo que falla, ¿no? Claro, ahora mismo se está haciendo lo mínimo para intentar poder terminar. Ya luego, pues, habrá que meterse más a fondo en el tema. Nosotros que este año tenía, eh, cuando hemos visto la lista de inscritos hemos visto que no eras de los primeros en salir, nos hemos contentado porque llevaba muchos años intentando hablar contigo, pero era casi imposible, era prácticamente terminar un tramo y empezar otro, ¿eh? Claro, antes no había tiempo, íbamos muy ajustados y al salir de los primeros casi ni te da tiempo a reparar cosas. Precisamente, el año que más tiempo tiene, pues, menos mal, si no, incluso, eh, lo que ahora estáis intentando no hubiera dado tiempo, ¿no? ...claro, no, no fuera dado tiempo... ...lo teníamos listo para salir en la segunda manga... ...pero ha vuelto a dar fallo... De nada Frank... ...que muchas gracias, mucho ánimo... ...y vamos a ver si te podemos ver en la siguiente manga, ¿eh? Vale, de nada... ...y gracias a mis patrocinadores... ...y sobre todo al apoyo de mi familia... ...pues queda... ...venga, gracias Frank... De nada... ...pues esas eran las palabras del piloto ubriqueño... ...Fran Calvillo... ...que bueno, es eh, uno habitual... ...a quien le ha subido ubrique... ...es un corredor muy rápido... ...y que bueno, pues en, en este caso... Eh, este año se ha encontrado con esos problemas de los que no está exento nadie, ni los eh, pilotos del nacional pero en este caso ellos cuentan con un eh, equipo de mecánicos a su disposición del que no disponen por ejemplo lo que son eh, los pilotos más modestos que tienen que pues eh, entre todos pues intentar hacer eh, pues ese trabajo ¿no? Eh, está tanto pilotando eh, montaje, mecánico asistencia, pues todo eso ...pues eh, seguimos por aquí por la zona del Parque de Trabajo... ...Juan Carlos nosotros te vamos a pasar la conexión... ...yo la salida en el mal momento... ¿no? ...sí, eh, escuchamos a Gerard de la Casa... Eh, ...nos estaba explicando, bueno pues... ...lo acontecido, ¿no?, en el día de ayer... ...Gerard, bienvenido de nuevo, buenos días... ...buenos días, gracias... ...Gerard de la Casa que eh, hoy la verdad es que en los entrenos... Eh, ...tercer mejor tiempo... Y supongo que, bueno, pues a seguir en esa línea, desde luego estás ahí en la pomada con los principales favoritos. Bueno, el problema es que el trazado es un poco mejor para los jetes, pero bueno, haremos lo que podamos, ¿no? es cierto que Gerard de la Casa, recordemos, llega líder del campeonato de, de España después de la prueba de, de Tepora. Eh, líder en lo que es esa clasificación de la categoría 3 en el campeonato de, de España. Y estábamos conversando, lo decíamos fuera de antena, eh, lo acontecido en la jornada ayer... Y la verdad es que el tiempo, eh, bueno, pues influyó de forma decisiva, hubo pilotos que sí que pudieron poner eh, gomas eh, de mojado, otros, la mayoría que no, y esto incidió muchísimo. Sí, incidió un poco, pero bueno, nosotros nos cayó justo antes de salir, tuvimos tiempo de poner las ruedas de agua, pero bueno, algunos salieron con seco y les pilló muy poca agua y entonces pues mejoraron mucho. Uh -huh. ¿En tu caso, además, es un vehículo que sí que eh, se adapta a, más a todo tipo de circunstancias? Sí, es más fácil de conducir en condiciones difíciles. Uh -huh. ¿Y qué cómo estás viendo el eh, llegar de la casa, que no, si, no sé si es el primer año que corre aquí en Ubrique? No, estuve en el 2013. Pero no lo recordamos, es cierto, de estos últimos años, así que la segunda ocasión. ¿Qué tal ves? Eh, ¿Cómo va evolucionando esta subida Ubrique? Muy bonita, la gente increíble y todo, impecable todo. Bueno, pues eh, Gerard que con el objetivo, como decimos, de eh, intentarlo al menos, eh, seguir ahí en lo más alto del campeonato después de la prueba de nuestra localidad. Bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Intentar hay que intentarlo siempre. Pero bueno, los rivales son duros y también corren mucho. ¿Quiénes prevés que van a ser los principales? Hombre, yo creo que Fonmona y Jansen van a correr mucho. porque hasta ahora no están marcando también los mejores tiempos, eh, bueno, en una jornada como la de hoy... Gerard, te dejamos para que te sigas preparando para lo que es verdaderamente importante. Ahora ya llegan estas mangas de carrera. Muchísima suerte. Gracias a vosotros. A palabras de Gerard de la Casa, que como nos comentaba, regresaba a nuestra localidad. Además, nada menos que como líder del Campeonato de España en esa categoría 3, después de esa participación ya hace eh, unos años. Eh, Jesús, eh, no sé si con pilotos también por ahí. Pues sí, pues nos encontramos en este instante con el que fue el vencedor en la categoría 3 en la jornada de ayer, eh, sábado, con Salvador Tineo. Salvador, buenas tardes y enhorabuena, ¿eh? Muy buenas tardes, gracias. Que al final hablábamos aquí antes de la prueba, bueno, que estamos ahí pendientes de las condiciones meteorológicas, lo que podía pasar, y, y al final pues se fue bastante bien. Sí, la verdad es que hasta última hora horas estuvimos ahí viendo los neumáticos, a ver qué neumáticos poníamos, porque están cayendo en el no tenía claro, y bueno, vimos ahí claro y apostamos por, por seco, y bueno, estaba lloviendo un poco, le costó el neumático calentar, y llegando a la parte de arriba no llovió demasiado, pero bueno, así conseguimos la victoria en el día de ayer, el sábado, y hoy vamos a intentar estar lo más arriba posible. Lo que sí pudimos comprobar eh, en la tarde de ayer, que eh, la atracción esas cuatro ruedas eh, de los Michu, porque tanto tú como Zosimo Hernández, en la tabla pero la que se pusieron, ¿no? Sí, la verdad que eso, los 4x4, como tanto Sosimo como yo, que hicimos primero y segundo, estuvimos muy arriba, y la verdad que eso nos favoreció mucho el tiempo que hizo. Eh, ahora, eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? porque nos estamos encontrando una, una jornada con un panorama totalmente distinto al, al de ayer que te ha traído esta primera manga. Pues bien, bueno, probando un poco, ¿no? ahora ya contamos, y bueno, hemos probado los temáticos de carrera, y a ver qué, qué tal, la las sensaciones han sido buenas, yo creo que no vamos a estar tan arriba, pero intentaremos estar cerca. Uh -huh. Que eh, se, en esa en esta circunstancia entiendo que ya la pelea con los con los GT eh, se complica mucho, ¿no? Sí, ya se complica ya, lo que es en seco en uh -huh. condiciones normales estamos un poco lejos, pero bueno, vamos a intentar estar lo más cerca posible y a ver qué tal ahora. Bueno, digamos que se han desarrollado tanto que que se han dado un que gracias ha sabido sacar sacar provecho. Podemos decir que el campeonato ha empezado muy bien para ti, ¿no? Sí, ha empezado muy bien, seguimos manteniendo la tercera general y bueno, a ver cómo salimos del de, de, día de hoy, pero esperemos que bien, por lo menos aguantar ahí primeros en Grupo N. Que decimos que podía ser eh, en un momento cuestión de suerte, pero la verdad es que siempre estás ahí. Sí, sí, la verdad es que estamos siempre ahí arriba y bueno, es la intención ¿no? de que de momento si todo va bien, intentaremos estar ahí. ¿Has visto un ambiente muy diferente en el tramo con respecto ayer? Sí, la verdad que hoy domingo, siempre los domingos solo vemos más gente y eso, están las cunetas, toda la montaña se ve llena de gente y la verdad que, que alegra mucho ver así que anima mucho al personaje. El tramo, eh, nos han comentado que en la, en la primera manga bueno, había zonas algunas húmedas, otras un poco sucias. ¿Se va limpiando con el paso de los vehículos? Sí, la verdad ya cuando yo subí estaba casi totalmente seco, había una parte húmeda, pero no afectaban. Y ahora incluso yo mejorando y cogiendo temperaturas e irán bajando mucho los tiempos. Pues nada, pues Salvador, muchas gracias. Enhorabuena por lo de ayer. Esperemos que pueda seguir esta línea en la jornada de hoy. ¿eh? Nada, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Pues esas eran las la palabras del... ...del eh, piloto de Benavís... ...del piloto malagueño... ...insistimos... Eh, ...podemos calificar... ...bueno, fue una sorpresa ¿no?... ...que se impusiera... ...en una, en una manga... ...pero en este caso... ...es un, uno de ellos... ...de los pilotos a tener en cuenta... ...también lo era Gerard de la Casa... ...por ejemplo la, en la jornada de ayer... ...pero ya nos ha explicado... ...pues las circunstancias... ...de lo que fue su participación... Eh, ...digamos que es el segundo escalón ¿no?... ...de los que van a, a... ...a estar ahí... ...en el Campeonato de España... ...como ya nos dijo ayer... ...este año... ...su intención es eh, afrontarlo... Bueno, y, y parece que las cosas han empezado muy bien para el joven piloto eh, malagueño que ya insistimos, ese era uno de los atractivos en esta edición aquí en Ubrique tras pues su buena actuación en Estepona, tras la gran temporada que completó el año el año pasado. Bueno, vamos a seguir por aquí, moviéndonos con más pilotos. Juan Carlos, creo que estás por ahí acompañado por alguno, ¿no? Sí, sí, vamos a quedarnos con eh, Javi Villa. Que desde luego está siendo el más eh, regular de todo el fin de semana porque en la categoría 1 está marcando los mejores tiempos en entrenos y también ayer, por ejemplo, en la manga de carrera a pesar de esa incidencia de, de la lluvia. Así que aquí lo podemos ver sentado, esperando que llegue su momento para tomar la, la salida. Y bueno, Javi Villa, buenos días. Hola, buenos días. Javi, ¿qué? Hemos visto el tiempo que has conseguido, ahora ya sin incidencia del agua, eh, eran solo entrenos y sin embargo, 2.13, es tu mejor tiempo aquí en Ubrique, en todas tus participaciones, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos ayer, al final son coches distintos y, y el ritmo de cada coche tiene que ser muy distinto. Lo que está claro es que este B53 puede, hacer, eh, o puede convertirse en el coche y, en tu caso, el piloto más rápido de la subida de Ubrique... ...porque está a tan solo 3 segundos de Andrés Pilaridio... ...sí, si no recuerdo mal... ...yo creo que el récord estar en 10-5... ...y nosotros estamos en 13-0... ...son 2 segundos y medio... ...y bueno, hay que, hay que seguir adaptándose... ...aunque ahora es la manga oficial... ...pues eh, no iremos ni, ni con toda la potencia realmente... ...que podemos sacar ahora mismo al motor... ...este fin de semana pues no llevaremos ni goma nueva... ...para nosotros es, es un momento de trabajo... Pienso que los tiempos todavía se pueden bajar bastante, pero pero no iremos realmente al límite de lo que de lo que el nuevo coche pueda hacer. Esto a favor lo que sí que deja claro este nuevo coche que que bueno, que la verdad es que puede ofrecerte unas grandes prestaciones, ¿no? Sí, hay hay mucho trabajo que hacer, el fin de semana pasado en Francia fueron las dos primeras mangas que hicimos en seco, en decir que no tan tantos los arreglajes, adaptación del coche, la parte mecánica, neumáticos, todo lo tenemos realmente por por desarrollar y por seguir evolucionando entonces cada registro que estamos marcando ahora a de temporada no es realmente ni, ni nuestro límite ni lo que podemos llegar a conseguir Ayer eh, la verdad es que sufrió un vuelco, por ejemplo la, la competición, lo previsto al menos en la categoría 3 de, de turismo eh, incluso en la categoría 2 eh, bueno, alguna sorpresa podemos llamarlo así en la eh, categoría 1 no dejas opción ni a pesar de la lluvia a, a tus rivales Bueno, yo creo que, que ayer fue un poco especial todo con el tema del agua, o mucha gente que salió con los leaks, como por ejemplo Fonbona y se le puso a llover, entonces no es mm, sorpresa, sino muchas veces son circunstancias, suerte o, o momentos en los que te encuentres y hasta en principio se preveía que hoy tenía que hacer buen día, que tenía que hacer sol, entonces más que nada ayer era tener un registro, un tiempo, por si acaso hoy tienes algún percance, por lo menos coger puntos, pero por mal que se dé, los tiempos sabemos de hoy. Ayer imagino que con mucha precaución, o ¿no? 2.36, un tiempo muy lejos, evidentemente, de, de lo que hemos visto, por ejemplo, hoy, eh, con muchísima precaución, a pesar de que llevara neumáticos de agua. Sí, lo que digo, pues mira, yo tuve la suerte de salir con neumáticos de agua porque acertamos, otra gente salió con los slicks, pero así todo, había que llegar a meta, llegar a meta, coger un registro y esperar a día de hoy, jugártela y tener un percance, habiendo una previsión más menos clara de que hoy era seco, ...pues yo creo que, que no lo hizo nadie... ...pero bueno, lo que hablamos... ...un registro hay que tenerlo... ...que un percance puede ocurrir en cualquier momento. Como he comentado Humberto Jansen... ¿no? ...la verdad es que no merecía la pena ayer... ...arriesgar cuando hoy además... ...las previsiones metodológicas... ...apuntaban que se iba a decidir... ...en los mejores tiempos en esta jornada. ¿no? Ni más ni menos... Eh, es, es, ...es salvarte un poco pues oye... ...pues tener un pinchazo, una salida... ...una vera mecánica en cualquiera de las mangas de hoy... ...y tener el registro de ayer sirve para poder tener dos pruebas las cuales sumar y tener puntos a una mala en el campeonato Bueno pues Javi, ya que eh, por supuesto va por la victoria, este fin de semana en Ubrique, como ya ha demostrado en todas las magas que ha competido hasta ahora pero además estoy seguro que con ese gen competitivo que tiene, aunque no quiera forzar al máximo, tienes en mente ¿no? entre Ceg y Cegas, ¿por qué no? posible récord absoluto de la prueba ¿no? Hombre, lo que está dentro de mi mano, sí, yo voy a tirar todo lo posible, una cosa es que que al coche no le demos el 100%, pero yo, obviamente, todo lo posible lo voy a hacer. Eso eso nunca nunca será dicho lo contrario. Pues, sin duda, será uno de, de, de las cuestiones que, sobre las que estemos más pendiente a lo largo de, de esta jornada, que puede ser histórica, ya decimos, podría batir ese récord absoluto de, de la prueba. Javi, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un saludo. Seguiremos hablando, si te parece, en el, el desarrollo de, de la prueba, como decimos, y Javi villa que Eh, bueno, pues es uno de los grandes favoritos, el que más, todo el campeón de España, eh, evidentemente, eh, bueno, pues eh, hay que tener cuidado por cierto por aquí, eh, porque los coches van acercándose hacia la línea de salida, nosotros le estamos moviendo, eh, recogiendo impresiones, pero eh, evidentemente hay mucho movimiento de, de vehículo y, y, bueno, pues no queremos nosotros crear ningún eh, o sea, objeto de percance, pero... Eh, Bueno, pues por aquí ya en sitio más seguro eh, y nos vamos a quedar enseguida con eh, más pilotos estamos viendo cómo, bueno pues la prueba la verdad es que sigue a un buen primo jesús la verdad es que eh, no tiene nada que ver con las incidencias verdad que ocurrieron ayer y una de esas incidencias por ejemplo eh, pues eh, afectó a uno de los grandes favoritos como Joseba y ahora precisamente con él va a conversar verdad Pues sí, pues estamos ahora con el piloto josé Joseba, Joseba Iraola, que en este caso ayer tuvimos la ocasión de conversar con él eh, Tenía pues bastante problemas, luego se confirmó en la, en la carrera 3, pero hoy parece que el panorama es diferente Joseba, buenas tardes Buenas tardes, bueno no me gusta el agua la, a la barqueta <risa> Ayer, ¿qué tal? Ayer finalmente pues nos anticipaba ya que las condiciones no eran la, las más idóneas, ¿no? Sí, se paró en la última porquilla, se si me bloquearon las ruedas si y hice trompo Y nada, me empujaron hasta aquí y explotó la batería, no sabemos por qué. Y nada, hoy me han dejado dos baterías y hemos puesto dos baterías de moto. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pero le hemos dicho que ha podido terminar más entrenamiento y además con un buen tiempo, 2.18, sí. que no está nada mal, ¿no? Sí, pues un poco de tiempo que tengo casi en el año pasado con el CM, pero ahora a ver si podemos bajar tres segunditos. A ver. Uh -huh. sí. eh, bueno, todo, al menos, a diferencia de ayer, el panorama es bien di diferente en cuanto a la meteorología, en cuanto a, al sí. tramo. Eh, no, no tiene nada, que ver, otra carrera nueva, había empezado otra carrera y... Y hoy hay que pelear con todo y a ver si hay suerte. Si... Estamos eh, ahora mismo, eh, digamos, en condiciones de en la, idóneas, como como comentábamos antes, para poder competir y ver sí. lo que realmente puede ir a... Sí, sí, para correr de verdad, no hay excusas. Está muy bien la carretera. ¿Qué sí. tal? Eh, con, con Javi Villa me refiero, en lo que bien, va a bien, ser la, la competición... ...hemos visto que la ha bajado hasta los 2.13 también... Sí, ...es sí. un... ...tienpaso, sí, sí, sí, muy bien... ...la norma puede estar a esa altura o, o... ...no lo sé, de momento... ...creo que un pelín por detrás, pero... ...pero ahora veremos, a ver... ...yo creo que no, pero ya lo vamos a intentar... ...buen pues nada, Joseba, que muchas gracias, gracias y mucha suerte... ...gracias, ...pues ahí estaban las palabras del eh, piloto vasco... ...que se ha ido eh, pitando, como, como bien eh, se puede decir... Eh, ...en este caso... Eh, ...pues eh, porque ya le requieren, le requieren... ...que eh, esté preparado para tomar la salida... ...la verdad que es, eh, ahora mismo, en estos minutos... ...es cuando se ve realmente eh, el, el nivel... ...entre comillas de profesionalidad... De los, eh, ...de los pilotos porque y de sus equipos... ...porque se ponen todos a la vez... ...son los mejores eh, equipos del, de este nacional... ...y se ponen todos eh, un trabajo plénico... ...para lo que va a ser la salida... ...puesto que ya empieza lo importante... Nosotros ya nos vamos a ir desplazando de, de esta zona del parque de trabajo porque ya pues eh, se dificulta el poder hablar con los pilotos, así que eh, por unos instantes breves vamos a pasar la conexión a los estudios de Radio Ubrique y enseguida volveremos con más eh, de más información, más noticias sobre lo que va a ser esta vigésima tercera subida Ubrique-Penoca.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 your chest. don't wanna wait for you ...diximotercera subida a Ubrique... ...Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña... ...los días 20, 21 y 22... ...disfruta del espectáculo del automovilismo... ...Radio Ubrique con la vigésimotercera subida. Bueno pues sigue la emoción de las cuatro ruedas... ...seguimos contando con protagonistas... ...Jesús Domínguez, adelante. Pues estamos aquí ahora mismo en la zona de salida... ...donde parece que ha, ha habido un pequeño parón... ...ahora enseguida informaremos qué es lo que ha sucedido... Pero antes vamos a hablar con el presidente de Escudería, Ubrique, con Pedro Carlos García, que lo tenemos con nosotros. Pedro, buenas tardes. Hola, una, buenas tardes. Una mañana ajetreada, por lo que vemos, ¿no? Hombre, muy, muy ajetreada, pero vaya, van hasta ahora y van saliendo bien las cosas. Esperemos que sigan. Uh -huh. Bueno, eh, comenzamos haciendo balance de, de lo de ayer. ¿Qué conclusiones eh, se puede sacar de, de la jornada del sábado? una jornada ...que la verdad en lo meteorológico fue bastante inestable... ...porque uno no sabía qué atenerse ¿no? La, la jornada de ayer fue muy complicada... ...muy muy complicada por el problema meteorológico... ...de que no sabíamos optarlo, la lluvia... ...y al final hizo un viento muy fuerte, muy fuerte... ...nos rompió todo el montaje de la parte de arriba... ...y ha habido que reconstruirlo entero desde cero... ...pero bueno, esto tiene sus cosas así... ...no esperábamos que ese viento del viernes noche... ...fue tan, tan fuerte... Y, y volvimos a hacerlo, pero la verdad es que bien, el resultado de ayer tuvo las incidencias lógicas de una carrera, porque todo esto tiene sus incidencias, pero, en fin, positivo. Uh -huh. eh, una jornada con muchos parones, ¿no? La tarde tuvo mucho, muchos parones por las distintas eh, complicaciones. Eh, uno de los pilotos, José sea, Antonio Ná, se quejaba ayer de, de que piensa que no se cumplió el reglamento en la última manga de carrera porque muchos vehículos llegaron tarde y se les permitió salir. Eh, eso a quién compete en este caso? No, lo que era lo que ocurrió en la el ante no la última era una manga de entrenamiento en dirección de es que en estas cosas cada uno cuenta la feria como le va. Sí, sí. Ese es el problema fundamental que tiene y si no deja salir en un entrenamiento al que eso pues el, el chico que no ha salido pues te pone de uña en fin, en definitiva. El problema no es exactamente ese, no lo veo yo ahí. El problema fue que hubo mucha incidencia porque salía uno, un piloto, y se salía de pista, había otro y se volvía a salir, otro rompía, otro... Ese es el problema, o sea, que no... Sí, pero vamos, él se refería sobre todo en sí. el plano deportivo al hecho de que algunos aprovecharon eh, con cierta claro. picaresca pa, para atrasarse, como estaban ahí, con el cambio de gomas, que no sabían si ponerse como jado. Eh, ...hasta última hora y, y de eso se... Quedan. ...sí, se habla... ...en esto es muy difícil... ...acertar a cien por cien y con todo... ...porque los intereses de uno... ...no, no corresponden a los intereses de otro... ...entonces... Eh, ...el que tiene unos intereses... ...pues por, mira, mira por ello... Y, ...y evidentemente es complicado... ...Pedro, ¿cómo ha sido esta noche? Pues esta noche bien... lo que ...los datos que yo tengo... ...y lo que hemos tenido ahí... es aceptablemente bien, no, no hemos tenido hombre, repasar temas, pero no pero no como otros años que estaba todo deshecho, no, no, ha sido poner cosas eh, algunas cosas caídas y algunas cosas que no, no solo no era caída por gente, sino caída de viento y de eso. La, eh, ha estado bastante bien Sí, nos referimos sobre todo a lo meteorológico porque sí, sí, también sí. fue una, una noche un poco inestable, con mucho sí, sí, sí. tormenta eléctrica, agua, viento... ¿no? Sí, sí, pero no no ha sido tan grave como el como el viernes, la, la noche del viernes. De todas maneras, los compañeros han salido a, a las 5 de la mañana, salieron a repasar tramos y la verdad es que a las 9 y media, poco antes del... a las 8 y media del corte de carreteras ya estaban terminando Dentro de lo que es, no ha sido de las peores, si no... Lo bueno es que, eh, a excepción de este pequeño parón, la, la mañana de hoy va eh, súper ágil, ¿no? Le va desarrollando pues con, con cierta, eh, digamos, siguiendo, no, no estrictamente el horario, pero bueno, sí, podemos sí, decir que se debe mucho mejor que ayer. hoy Hoy va, vamos bastante bien, la primera la primera ha ido muy bien, la primera ha ido muy bien, muy bien. Ahora hay uno, un parón, de pero va sin consecuencia porque el coche de rescate está parado, debe de ser alguna rotura de algo... Pero bueno, es un lance propio de la carrera porque la carrera tiene estas cosas que no sabes tú lo que te lo que te depara, ¿no? Pero bueno, bien. Eh, yo espero que esto se ve que se solucione en breve y, y comenzaremos de nuevo a ver si, si tenemos unos horarios más o menos fiables. Aquí que como presidente de Scuderia Briquet tienes que estar pendiente, digamos, de todo lo organizativo, de que no falte nada en ningún en ningún lado, te veo menearte para un lado y para otro y también Digamos ese ese cargo de relaciones públicas porque hoy son muchas la, las autoridades que nos han visitado ubrique hoy y ayer y, y nosotros por ejemplo en primer lugar destacamos sobre todo la del presidente de la federación española que ha venido ubrique que está en ubrique y que bueno por primera vez ha podido comprobar en sí lo que lo que está su vida no efectivamente ha venido vino vino el ayer y estuvimos estuvo ayer viendo la, la carrera y hoy hemos estado enseñándole el tramo por la parte de arriba en fin y el Y al a las autoridades, quien venga, y explicarle, algunos saben de lo que va al tema y otros pues no. Pero bueno, se le explica lo que sea porque, y, en, y en eso estamos. Y la verdad es que que sí, que tenemos este hombre, el presidente de la federación, lleva unos, unos meses en el cargo, un año, me parece, un año y poco creo que es, y no había venido Ubrique. Entonces pues tenía un especial interés en, en venir este año. ¿Y qué impresión se ha llevado? ¿Ha transmitido algo? Nada, le ha gustado mucho, le ha gustado muchísimo y, y se ha quedado sorprendido el, la cantidad de público que hay en esta, en esta carrera. Se ha quedado muy, muy sorprendido porque al ver que, que todas las cunetas están llenas y en la parte de arriba llena, que, eh, claro, el, yo le he explicado que sí, que está bien, pero que todo eso requiere un sobreesfuerzo a la hora de todo, porque pues, tanta cantidad de público pues supone más medios, más ambulancias, medio, más... Ambulancia, más más montaje, más todo. Pero qué bueno que para eso se hace. Mm. Supongo que también eh, encantado con la inscripción que, que habrá visto quien Ubrique, ¿no? Tanto piloto. Hombre, claro. Por supuesto, una inscripción como esta en un campeonato de España no se ve. De hecho, el año pasado estuvimos de los de lo más del campeonato de España. El FITO tuvo más o menos las mismas, pero eh, hay, había que sumarle lo, los europeos. ...y aquí tenemos el, un número altísimo, un número muy alto. Pedro Carlos, este pre presidente, esta Junta Directiva de la Federación Española... Eh, ...¿es especialmente sensible a la situación de, de la montaña en España? Sí, yo creo que, que se está dando cuenta de que la montaña requiere un especial interés... ...porque el, la montaña, aunque parezca lo mismo con rally, no es el rally... ...la montaña es un, eh, implica otra, otra técnica... Y, y hay que diferenciarla y ahí aunque reglamentariamente tenga cada uno sus cosas pero pero la montaña requiere una especial atención y sobre todo una potenciación especial para que nos entiendan los oyentes lo más parecido a lo que son a lo que son la, las carreras en circuito no pero eh, lleva la carrera de un circuito a, a, a una población ¿no? efectivamente es una es un circuito cerrado momentáneo que se, que se coloca en, eh, dentro de una carretera Y claro, requiere una, una, una actuación especial, pero bueno, que, que en ello estamos y yo por mi parte, lo que de lo que yo sepa, ayudaremos en lo posible. Ya por último, salvo el, el problema ayer de, de Manuel Guzmán, ayer eh, el, digamos, el único eh, coche accidentado, uh -huh. sí. ¿El, ¿el apartado de incidencia alguna más o alguna no, importante? No, que se sepa, nada. Yo ahora mismo a eso, pero parece ser también sin incidente un chapa y pintura, con lo cual a que sigamos así. Claro, hay muchos parones, eh, entendemos, ¿no?, en, en estos últimos años por tema de, de seguridad, pero lo que está evitando precisamente es eso, ¿no? Sí, claro, claro, eh, que la, parones, que claro que claro las que consecuencias no sean graves, aunque haya más parones que las consecuencias no sean graves. Y luego, pues bueno, los coches más así más endeblitos, más que se rompen, que pero ha, en esta manga anterior ha ido bien, así que esperemos claro. que todo siga de la misma manera. Pues nada, pues Pedro Carlos, muchas gracias Gracias Ahora, a ustedes Como está, dando, está yendo la cosa y esperemos que sea la, la nota predominante al final Muy bien, de, de esta carrera, ¿eh? Muy bien muchas, gracias. muchas gracias, hasta pronto Pues eh, enseguida vamos a, a seguir eh, hablando con algunas de las autoridades En este caso vamos a ver si tenemos la posibilidad Porque lo tenemos por aquí cerca De eh, hablar con el, el presidente de la Federación Española de Automovilismo Con Manuel Aviño, que ha venido este año por primera vez Aquí Ubrique y lo tenemos con nosotros. Manuel, buenas tardes y bienvenido a Ubrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué impresión se ha llevado el presidente de la federación de, de esta subida? Bueno, eh, no Ubrique nunca defrauda, ¿no? Y la verdad es que fantástico estar aquí, ver ver la cantidad de, de público que hay, el buen día que ha salido, lo, lo, la magnífica belleza que ofrece Ubrique. Y bueno, por tanto, la verdad es que un placer estar aquí, rodeado de, de tanto andaluz. Bien uh -huh. Eh, digamos, a nivel nacional, siempre eh, que vemos la comparativa ¿no? de, la, de las distintas pruebas de montaña, Ubrique quizás destaque por el número de inscritos muy alto y también por el número de públicos. Eh, siendo digamos una tierra menos automovilística que el norte, eh, lo que desvelaba es que algo tenía que tener o algo había por aquí raro. ¿no? Bueno, es cierto que, que Ubrique nunca, nunca falla, pero sí que es verdad que Andalucía goza de una muy buena salud a nivel deportivo y evidentemente cada vez que el circo del Campeonato de España se desplaza a tierras andaluces pues bueno, siempre acompaña siempre acompaña con grandes listas de inscritos, ¿no? como ya sucedió tanto en Estepona como aquí y bueno, por tanto hay que seguir trabajando en esa línea nosotros desde la Federación Española queremos eh, trabajar todavía más si cabe porque porque estas pruebas eh, efectivamente se posicionen como lo que son, pruebas del Campeonato de España y bueno, por tanto poquito a poquito iremos dando pasos y, y haciéndolas cada año mejor Eh, tu presidencia y lo que es la, la, la Junta Directiva que dirige desde el año pasado no eh, se ha mostrado desde el principio especialmente sensible con el tema de, de la montaña. Entiendo que cuando habéis accedido al cargo eh, se habéis dado cuenta de que necesitaba un pequeño empujón. ¿no? Bueno, la montaña efectivamente pasaba por unas, unas horas muy malas, eh, había que, que darle un cambio radical y, y es lo que se ha hecho. Aquí además estoy siguiendo muy de cerca... ...a Gonzalo Cabañas que es nuestro nuevo junior dentro de esa categoría nueva que hemos instaurado... ...la CM Junior para jóvenes desde 16 años... ...y bueno, eh, esto unido a toda la modificación del, del, de las clases eh, que se ha hecho, que se han hecho... ...y, y los, la, la dotación de premios en metálico... ...la reconfiguración del calendario con, con, con pruebas principalmente dentro de la península y las Canarias... Bueno, yo creo que en general está gustando el formato y, y a la vista está que, que vamos creciendo, la familia va creciendo y eso es bueno. ¿no? A partir de aquí, de esta prueba nos llevamos muchísimas conclusiones que, que trabajaremos en los diferentes órganos de gobierno y, como digo, intentaremos mejorar poco a poco. Digamos que la, la gran noticia del año pasado fue la llegada de un eh, patrocinador como Sportage a, a la subida. Eh, ¿Crees que ha, ha sido, digamos, el primer paso de lo que... Eh, o de la tendencia que queréis meter en la montaña que, que se vuelquen también las marcas Bueno, indudablemente Sportec es un gran valedor de, del, del CEM que eh, valga la redundancia y, y bueno, eh, ellos están encantados, eh, son socios colaboradores, vamos estamos juntos en este proyecto y bueno, yo creo que auguro un muy buen futuro eh, de cara a los próximos años y están por aquí también nos están acompañando y bueno, la verdad es que muy agradecido por creer en este certamen y por seguir apoyando tanto la montaña como la Federación Española Lo que se refiere al calendario eh, se ha escuchado, digamos, o, o se, ha, se ha hecho eco de una algunas reivindicaciones de, de los pilotos que era el intentar pues una prueba por mes que no estuvieran tan juntas y en este caso también una gran noticia es que por fin la montaña vuelve, vuelve a Galicia, ¿no? Bueno, el año pasado se llevaron múltiples reuniones de, de la comisión de la montaña se hicieron, como digo, muchas reuniones de trabajo eso ya ha dado sus frutos porque en esas reuniones tienen voto ...tanto organizadores como, como pilotos, como federación... ...y, y las conclusiones de esa reunión son las que ahora poco a poco... ...estamos intentando llevarnos a, a cada carrera... Eh, chantada como, como decíamos efectivamente vuelve a formar parte del calendario nacional... ...una prueba que ya lo fue hace algo menos de 10 años... ...yo no, no recuerdo mal, no me falla la memoria... ...y por otro lado el organizador es la escudería Morataya que ya se para inspeccionó el año pasado y bueno lo hicieron fantásticamente bien y conjuntamente en colaboración con los organizadores de chantadas yo creo que estaban en disposición así lo decidió la junta directiva eh, de, de echar a andar eh, con esta prueba y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal otra novedad importante es que también eh, el calendario pues tiene una prueba en extremadura ¿no? en en el Valle del Jerte, en Plasencia. Es eh, una sí. buena noticia también, como tú comentabas al principio, diversificar también por toda la geografía nacional. Bueno, es el objetivo, o no siempre es posible, no solo es Extremadura, como le ha mencionado, también entran dos, dos eh, copas de España nueva, igual que en el caso de Extremadura, y bueno, eh, vamos a ver a qué nivel están organizativamente hablando y si el año que viene merecen estar dentro de... ...dentro de este gran circo como es el Campeonato de España de Montaña Sportec. Una cosa también en la que habéis insistido mucho es en la repercusión mediática... ¿no? ...que había que potencializar digamos, lo que es la promoción de, de la montaña... ...y este año ya se han visto que se están dando los primeros pasos... ...porque claro, eh, podemos hablar de la montaña pero lo que necesita es que se vea... ¿no? Y, ...y ahí la televisión juega un importante papel y con los medios más o menos... que ...de los que disponéis habéis dado un pequeño paso ahí. ¿no? Bueno, esto más que en la montaña responde a un plan estratégico de la federación... ...desde la llegada de este presidente en el que, cual hemos querido dotar de un jefe de prensa a todas las especialidades. Eh, este jefe de prensa es el encargado, indudablemente, de llevar todas las redes sociales y la comunicación de cada certamen y, por otro lado, pues unir unirla con el resto de especialidades a ese programa fantástico que hemos conseguido con Televisión Española ¡Oh! dentro, de, dentro de Teledeporte y que va a tener cabida, efectivamente, esa ventana a nivel televisivo también este certamen, ¿no? indudablemente. Precisamente este año aquí en Andalucía hemos sido testigos por primera vez de la retransmisión en directo por parte de la Televisión Pública Andaluza de una prueba del Nacional como fue Sierra Morena. Eh, supongo que eso sí que da un espadazo importante, ¿no? Bueno, demuestra la, la vinculación que hay con el gobierno andaluz, que concretamente con, la, con las instituciones de Córdoba. El organizador además puso su, su importante colaboración, que fue montar ese tramo espectáculo que fue magnífico. La ubicación del parque de trabajo era estaba estratégicamente colocado junto, junto a este espectáculo, una fanzone que esta federación española también ha querido instalar y que funcionó las mil maravillas y por tanto la verdad es que el rally de, de Sierra Morena fue un éxito sin, sin, sin, sin carangón y bueno, la verdad es que... ...la verdad es que agradecido por, por, por todo lo que hace Andalucía... Por el, ...por el deporte del automovilismo, que es muchísimo... ...y ya por último Manuel, estamos hablando de sus primeros primeras medidas... ...que habéis tomado de cara a la montaña... ...¿en qué cree creéis? ¿Cuál cree que es la línea que tiene que seguir? ¿Qué, qué otras medidas eh, queréis instaurar o poco a poco... ...de manera que, que se revalorice ¿no? lo que es esta competición? Bueno, la, desde luego la, la, la, los objetivos apuntan a hacer... las o al menos las pruebas que sean puntuales para el de España... Eh, que sean de primer nivel, ¿no? Eh, vamos a garantizar mucho el control técnico, se van a, a llevar a cabo, pues bueno, verificaciones muy exhaustivas para garantizar que lo que haya reglamentado se cumpla. Por otro lado, organizativamente hablando, seguimos, ayer tuvimos otra reunión de trabajo, vamos a intentar ampliar los horarios para que no se nos den congestiones como sucedió ayer, porque una prueba como es tan singular como Brick, que tiene 110 inscritos, Eh, ...pues bueno, con unas, unos cierres de carretera que en algún caso nos obligan a pasar a, a los vecinos... ...necesariamente tiene que pasar por ampliar más los horarios... Eh, bueno, y, ...y seguir trabajando en la puesta en escena con, con esa ceremonia de salida que tuvo lugar el viernes... ...en la cual, pues bueno, han habido algunas carencias que tenemos que ir trabajando, como digo... ...pero en líneas generales lo que queremos es profesionalizar mucho la montaña... ...y que verdaderamente quien sea organizador de una prueba de Campeote de España esté al nivel que nosotros entendemos que tiene que estar. Y una última cosa, ahora sí que sí, el tema de la, de la normativa, hemos oído por allí que en los próximos años se quiere unificar, ¿no?, porque tenemos una normativa española, una normativa regional, ¿no?, eh, una reglamentación, queremos decir, y tenemos la FIA. ¿No hay posibilidad de unificar eso, que sea solo uno, para evitar confusiones? Posibilidades las hay, otra cosa es que se puedan alcanzar. Eh, evidentemente la FIA tiene su... su su reglamentación, nosotros como Federación Española vamos un poco tras, eh, tras el paraguas de la FIA luego para que no siempre, pues bueno, eh, hay que entender que la montaña ha estado muchos años abandonada y, y esta, estos cambios de reglamentaciones no se pueden aplicar de un día para otro hay que establecer los objetivos al medio-largo plazo y poco a poco, desde luego, por lo menos las pretensiones de la Federación Española es ir siempre detrás de la normativa FIA y en este caso creo que la Federación de la también, porque es una federación modélica ...y es cierto que siempre está a la vanguardia de lo que de lo que hace la Federación Española... ...y en ese sentido, eh, bueno, tenemos un buen socio colaborador... ...con lo cual entiendo, como digo, que planeando una estrategia al medio largo plazo... ...finalmente conseguiremos, eh, pues bueno, esa unificación de reglamentación... ...que hoy se, se aconseja necesaria. Pues nada, Manuel, eh, agradecemos profundamente que nos haya que nos haya atendido... ...y desearé pues, que disfrute de este fin de semana aquí en Udrique... todavía lo que queda de la subida, estamos en la segunda manga de carrera... Y todavía queda la tercera por delante, nada, que, que lo disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esa eran las palabras del presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñón, que eh, ya estuvo aquí en la jornada de ayer, lleva todo el fin de semana eh, aquí en Ubrique. Y bueno, pues ahí lo tenemos al pie del cañón, en la zona eh, de salida, eh, pues observando todos los eh, avatares de lo que está siendo esta, esta prueba. Bueno, de, hemos hallado un pequeño parón eh, en la prueba Parece pues que ha habido una avería mecánica a lo largo del tramo Y parece es que la prueba se ha reactivado y que ahora siguen saliendo lo, los vehículos Nosotros vamos a pasar la conexión, nuestro compañero Juan Carlos Vamos a quedarnos con eh, más protagonistas Por cierto que eh, se reanudó la prueba después de que eh, bueno pues eh, hubiese eh, este único parón por el momento en cuanto a incidencias ...a causa de eh, la salida, eh, bueno, pues en concreto del dorsal eh, número eh, 46... Eh, ...por parte del rc Sport, David Martínez... Eh, ...que bueno, pues tenía esa eh, salida, afortunadamente parece que sin incidencia... ...y bueno, eso sí, el vehículo parece que eh, en la salida ha golpeado con un malecón... ...ya decimos que el golpe eh, al vehículo lo más destacado, pero afortunadamente... ...sin daños personales parece... ...para el piloto ubriqueño... ...eso ha hecho que se pararon las pruebas... ...pero rápidamente... ...bueno pues se ha vuelto a retomar... ...una cuestión que estábamos por ejemplo comentando... ...con el delegado municipal de deportes... ...o también de Radio Ubrique... Eh, ...Antonio Martel... ...con quien vamos a conversar en estos minutos... ...Antonio... ...buenas tardes... ...buenas tardes Juan Carlos... ...bueno pues como decimos disfrutándonos de esta nueva jornada... ...estamos comentando un poco aquí diferentes aspectos... ...por ejemplo... El tema de la afluencia de, de público se nota, ¿no? Eh, la mejoría de, del tiempo en esta jornada del domingo y también, bueno, eh, es habitual de estas horas la gran cantidad de personas que, que se da aquí. Pues sí, hoy nos hemos levantado un día bastante apetecible para disfrutar de carreras y la gente y nuestro paro favorejado en el en la carrera y está actualmente lo que son la, los lados de la carretera a tope de personas, vamos. Es eh. un ambiente fantástico, salvo algún perjante de carrera, pero por lo demás fluyendo con total naturalidad. Además, eh, apenas sin incidencias en el día de hoy, este parón que veíamos anteriormente, que estábamos comentando, ¿no?, del piloto eh, ubriqueño, David Martínez, pero afortunadamente insistimos para familiares, amigos, que parece que sin incidencias. De hecho, la ambulancia no, no ha salido, sino simplemente, eso sí, la grúa para recoger el eh, vehículo que seguramente han dejado en algún punto del tramo, eh, en algún punto fuera, al final del todo, en la parte de la gasolinera, porque no ha llegado a, a regresar hasta aquí, hasta la, la línea de, de salida. Insistimos, estamos en el desarrollo de la primera manga de carrera, la segunda manga de competición después de los entrenos en el día de hoy y seguimos con esta retransmisión en la que... Eh, comentamos con antonio martel bueno pues todos los aspectos a nivel organizativo por ejemplo en el caso del patronato municipal de deporte de antonio eh, que también no es una de las entidades que se vuelca con la celebración de esta subida ¿no? Sí, desde el padato municipal de deporte pues ponemos todos los medios logísticos material y humano que tenemos en esta disposición para que no parte de nada y que la carrera sea un éxito Así que, bueno, comentando anteriormente estaba hablando, pues bueno, la solamente habla, con, hablando antes con el delegado técnico de carrera probablemente hace un pequeño percance de carrera y bueno, animo a David Martínez Recio, pues bueno, da, da coraje de estar preparando todo el año y tener este percance pero bueno, son lances de carrera y esto forma parte de, de todo esto, de un ralo. Por lo demás, pues bueno, por parte del Patrón de Municipal de Deportes, desde que bien empezado la semana, pues empezamos a trabajar lo que serían eh, los medios logísticos, varias reuniones con ...con la escudería Ubrique... ...bueno, y actualmente... pues ...por lo que se ve... ...se está fructificando... ...por parte tanto de la escudería Ubrique... ...y bueno, y lo que es... ...el padrón de municipio de Porta... ...y todos todo los entes que forman... ...y que apoyan esta carrera... ...y está saliendo todo perfecto... ...bueno, pues eh, parece que ha habido... ...una nueva incidencia... ...porque, en concreto... ...veíamos eh, aquí al dorsal número 23... ...Amador, eh, perdón... Eh, ...Alberto Rodríguez... ...iba a tomar la salida... ...y le han pedido desde eh, la dirección de carrera que pare motores... Eh, ...porque de nuevo parece que se para la competición... ...ya decimos, algún tipo de avería mecánica o incidencia... ...a lo largo del trazado que ha hecho que de nuevo... Eh, ...se pare estos instantes la, la carrera... Eh, ...una edición de la subida Antonio en la que comentábamos... ¿no? ...haciendo referencia al piloto ubriqueño... ...bueno pues gran participación de, de ubriqueños... Me decías, ¿no?, que ha estado visitándolos, eh, hay que destacar, ¿no?, esa participación, porque, bueno, pues evidentemente esto tiene un coste, eh, un esfuerzo importante por su parte y están ahí nada menos que 22 pilotos. 22 pilotos bruisqueños que es digno de, de la balda, lo que es un, de, un deporte costoso, lo que es el automovilismo y, bueno, están ahí poniendo todo su trabajo, todo su empeño para, bueno, para también competir en todo de lo que es su pueblo, que esto parece que no, pero da un un, un, un extradaliciente no extradaliciente porque están ahí todos tus amigos, tus familiares apoyándote y eso incita a, a, a intentar quedar en la mejor posición y estar motivado para esta prueba además con gran actuación por parte de los pilotos rubriqueños eh, se supieron también eh, afrontar lo que fue la jornada de, de lluvia en algún momento en el día de ayer y estuvieron eh, en los puestos, puestos altos incluso de la tabla eh, clasificatoria, cuando vemos como Bueno, pues eh, hay eh, vehículos que parece que están llegando a nuestra localidad y me parece que por ese motivo es por el hecho eh, que eh, se haya cortado la competición durante eh, unos instantes. Y se supone que tiene que ser algún tipo de eh, autoridad eh, relevante, evidentemente, cuando se ha detenido la, la carrera para dejar paso, suponemos, desde la zona de... Eh, la eh, gasolinera Ahí, escuchamos ha tenido que ser eso por tanto eh, para dar paso prioritario a ese eh, vehículo algún tema urgente ha tenido que ser eh, pero bueno pues parece que se retoma la prueba ya decimos una veintena de vehículos que quedan por delante para eh, finalizar lo que esta primera manga de, de carrera todavía quedará la, la segunda y antonio aquí que eh, bueno pues se ha convertido esto de un pequeño eh, parque lúdico en el que vemosmos a pequeños mayores una grandísima propiedad, ¿no? La diferencia de con otras carreras respecto a la Dubrique es que se crea un ambiente familiar y entonces, y te te puedes encontrar niños pequeños jugando próximo a lo que es te pueden encontrar a los a a todo lo que son los familiares y cualquier persona pues disfrutando de las carreras a la vez estando de un día de casi de campo, porque a la está dentro de lo que es parque natural, la carretera pues hace que esté dentro de un entorno idílico y de gusto, estar en, en el campo y a la vez visualizando la carrera, ¿eh? es un, como un dos por uno Bueno, pues todo en torno a un evento deportivo Que desde luego trasciende Todo un espectáculo Cita económica, turística para Ubrique eh, Que cuenta, por supuesto, con el apoyo Del Patronato Municipal de, de Deportes Y en general del Ayuntamiento de, de Ubrique Antonio, vamos a quedar aquí No sé si hay algo más que añadir. Sí, bueno, pues agradecer a vosotros A profesionales de Radio Ubrique Por la fantástica cobertura que estáis realizando Que llevamos desde el viernes, ¿no? El viernes llevamos... Mmm, cubriendo lo que es el evento y está teniendo una redundancia muy importante por lo que me está llegando y esto es digno de alabanza y de que bueno, de la profesionalidad que cada día representa presenta para el pueblo ubica a través de la radiofusión pues Muchísimas gracias, por supuesto eh, Gracias por habernos acompañado, Antonio Gracias a vosotros Y vamos a eh, quedarnos, como decimos, con eh, en este sentido con lo que son los últimos instantes Escuchan los motores en estos eh, momentos eh, de eh, Bueno, pues eh, lo que son los últimos eh, vehículos participantes, ya decimos que ahora llegan los, eh, bueno, pues verdaderos favoritos para la competición, por ejemplo, pasaba delante nuestra ahora mismo el Mitsubishi de Gerard de, de la Casa y van a seguirle, bueno, pues Domene, eh, Aznar, Bombona y, por supuesto, los vehículos del CM. Así que nosotros nos vamos a marchar para ver precisamente esos tiempos que se van a ir... ...y consiguiendo, cierto, cuando estamos viendo también... ...el eh, helicóptero, como nos comentaba nuestro compañero Jesús... ...el helicóptero de eh, la Guardia Civil... ...que decíamos, eh, es uno de los, eh, eh, eh, en este caso... Eh, ...aspectos que eh, se añaden al dispositivo de seguridad... de esta edición de la subida eh, Ubrique... ...nos quedamos, por tanto, en este punto... ...al rugido de motores desde aquí, desde la línea de salida...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 no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos De cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Darío todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte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 Radio Brique, con la vigésimo tercera subida. Bueno, pues seguimos tomándole el pulso a lo que acontece desde la línea de salida y desde el parque de trabajo. Allí ahora mismo se encuentran, bueno, parece que hemos perdido la conexión con nuestros compañeros de deportes, así que en unos minutos vamos a intentar conectar con ellos, porque estaremos incluso ya casi casi a punto de ofrecernos esos resultados de la primera manga de carro oficial de este domingo. Sí, parece que ya hemos retomado la conexión con nuestros compañeros eh, desplazados justamente la línea de salida con información de ultimísima hora. Jesús, adelante. Pues sí, Fran, como nos comentaba, ahora mismo acaba de tomar la salida el último de los vehículos. Estamos escuchando la sirena del coche que cierra carrera y ya tenemos los tiempos, ya podemos ir hablando de eh, los tiempos de esta eh, primera salida. Eh, carrera de la jornada del domingo la segunda en el cómputo global de esta subida a Urique. Nos vamos a quedar primero por los eh, vehículos que ya han entrado en la categoría en la que ya han entrado todos los vehículos, que no es otra que la de categoría número 3, la de los turismos, la de los vehículos carrozados y ha sido el piloto hispano-belga Humberto Jansen el que ha marcado el mejor crono, lo ha dejado en 2.25.63 por delante de José Antonio López Fombona muy cerca, 226-34, y José Antonio Aznar, 228-64, cuarta posición para Gerard de la Casa, 229-23, y quinta para Salvador Tineo, 233-49, aún en, en eh, asfalto seco, el piloto malagueño sigue eh, mostrando pues, eh, un nivel competitivo excelente eh, en comparación ¿no? con los otros vehículos que en principio tienen ...pues en el asfalto seco en esta subida... ...pues en este caso mayores facilidades... ...que es un Michuisi-Lanzarevo... ...todo lo contrario que ocurrió en la jornada de ayer. Quique Perello, el piloto del Ford Fiesta Proto... ...es el sexto clasificado con 2'33'64... ...en este caso Manuel Maldonado ha ocupado la séptima posición... ...con su Porsche, 2'35'91... ...Zosimo Hernández, segundo en la jornada de ayer... ...ha sido... ...el octavo clasificado con dos treinta y siete setenta y cinco... ...noveno José Antonio Alonso Liste... ...dos treinta y nueve setenta cinco y décimo... ...Paco Jiménez Bermúdez con dos cuarenta veintiocho... ...eso en lo que se refiere a la general... ...de esta categoría A tres... ...por cierto Álvaro García tercero... ...en la jornada de ayer con el Puyo 106 Kit Kat, ...ha sido décimo tercero con dos cuarenta y tres ochenta ...en lo referente... Pues a lo que son los eh, pilotos de nuestra localidad, tenemos eh, por ejemplo, eh, como mejor tiempo y bueno, pues, eh, a Rubén Pérez Domínguez con 24942, eh, vaya tiempazo que han marcado el joven piloto cubriqueño Esteban Gutiérrez ha sido 25o con 25069. Eh, eh, y en este caso, el, el tercer eh, piloto de nuestra localidad ha sido Geray Jesús Benítez Fernández con 2'53'25". Por detrás, 33ª posición para Antonio Luis Rodríguez con el Lancia Delta Integrale, 2'53'86". Juan Miguel García, 2'55'39". Eh, Adrián García Montiel este es eh, piloto de Villa Luenga 2.56.96 Javier Zardiva 2.59.42 eh, siguiendo oh, Cristian Vázquez 3 minutos 00, eh, 67 y, y bueno pues eh, en este caso eh, el resto de los eh, hablamos de Cristian Vázquez como decimos 3.00.67 y ...y mirando por aquí, por aquí podemos ver a Sergio Álvarez Borque... ...304,38... Eh, ...Francisco Javier Baro Montiel, 305,87... ...Sebastián eh, Zapata, 306,59... ...Antonio Toro, 307,49... ...Jesús Saborido, 308,87... ...Manuel Mendoza, 309,08... ...Alberto Domínguez, 309,10... ...y, y bueno, pues eh, en esa línea... Vamos a ver el resto de eh, piloto subriqueño Adrián García Gil, 3, 16, 96. Eh, Juan Antonio Aragón, 3, 23, 62. Juan José Carrasco, 3, 23, 94. Eh, Javier Martínez Recio, 3, eh, 4, 0, 4, 86. Ha habido cuatro retiradas, eh, una ha sido la del ubriqueño David Martínez Recio, también Luis Reyes, Juan Escalona y Juan Manuel Chacón, el otro ubriqueño que eh, también tampoco ha podido finalizar... Lo que ha sido esta manga eh, de carrera Eso es la categoría 3 La de los carrozados eh, Vamos con otras categorías, Juan Carlos eh, Con respecto a las otras categorías Lo cierto es que eh, Ya apuntamos que había Una gran incógnita, que además podía ser Histórica con respecto a esta subida Ubrique, y le podemos decir que Por una décima por una décima Si no nos equivocamos eh, Porque, eh, no, no eh, Lo cierto es que ha hecho récord eh, Por apenas centésimas por 23 centésimas acaba de eh, hacer el récord de la prueba Javi Villa con su psc b53 eh, por tanto acaba de convertirse en el piloto y el vehículo más rápido en la historia de la subida ubrique con un tiempo de 2 diez 698 centésimas eh, el mejor tiempo correspondía al año 2013 por parte de vilarño con su norma aquel año conseguía 210 721 parecía que aquella marca era imbatible y sin embargo, bueno, pues a falta de que se corrobore oficialmente ese tiempo, lo cierto es que estamos hablando por tanto de una marca histórica la que acaba de producirse en la jornada de hoy a cargo de Javi Villa en esa manga de carrera número 2, la primera de esa jornada del domingo con su BRC B53 dos diez 698 con lo que eh, bueno estamos hablando de que eh, ha corrido a una media de 121 kilómetros por hora eh, a lo largo de este tramo imagínense el trazado... bueno pues eh, la media ha sido de 121 kilómetros por hora hasta conseguir ese récord absoluto de la prueba ha batido todos los registros hasta el momento sus propias marcas por supuesto Eh, su mejor tiempo había sido en la manga de entrenamientos eh, con 2.13 era el mejor tiempo histórico también para Javi Villa y ya decíamos con él que eh, seguro iba a tener entre ceja y ceja la posibilidad de convertirse en el piloto más rápido de la historia en Engubrique y de hecho lo ha conseguido por muy poco pero bueno pues eh, Andrés Vilariño si nos está escuchando en la distancia pues eh, seguro que reconocerá con lo deportivo que es además eh, bueno pues lo, lo que es la la valía y, y, bueno, pues el tiempazo que ha conseguido eh, Javi Villa. Por tanto, por supuesto, para él, la primera posición en esta carrera 2, en la categoría 1, seguido de Josebe Iraola, que también ha hecho un tiempo eh, increíble, 2-14, pero claro, eh, con el récord que ha, eh, ha registrado Javi Villa, pues es imposible acercarse a ese tiempo. Josebe Iraola, nada menos que con 2-14, segunda posición, eh, con su norma, Y la tercera plaza para otro BRC B53, Manuel Avilés, que ha vuelto a meterse ahí en el podio. Ayer segunda plaza, hoy tercero. Eh, y por tanto, bueno, pues también confirmando que lo de ayer no fue ni mucho menos una eh, sorpresa y que va a estar ahí eh, en lo más alto de esta categoría uno. Le siguen ya cuarta posición para Antonio de los Ríos con 2.30. 2.31 para Francisco José Aguilar y por último 2.38.5 para Juan Carlos Cabezas. Esto en la categoría 1, mientras que en la categoría 2, la eh, victoria, en este caso, eh, para eh, Garkois eh, Flores, Jesús. Pues sí, de se ha impuesto, lo hizo en la anterior manga de entrenamientos y aquí a la vuelta a hacer con un tiempo de 2.21.59, estamos hablando de los CM de promoción, que es la verdad que un tiempo bastante, bastante bueno, eh, teniendo en cuenta pues el, la tendencia de estos últimos años y que eh, se trata de, de una montura similar a, a la, con la que competía en años eh, anteriores, pues el mismo... Eh, Javi Villa. Cristian Eric Brover, ha sido segundo, con dos veintitrés setenta y cinco, Javier Alonso González tercero, dos veinticuatro cincuenta ocho, dos veinticinco veintinueve para Arcais eh, Ordoki Mario Asenjo, dos veinticinco noventa y nueve Edgar Montella eh, con dos veintiocho cuarenta y ocho, y tenemos ahí al Junior, a Gonzalo Cabañas que es el séptimo de esta categoría dos, con esa Eh, Talex, esa eh, CM ese monoplaza eh, Thex que ya apareció por primera vez en Urique el año pasado y este año pues eh, repite esta montura con tres minutos 054 segundos. Pues la impresión de que eh, han volado, sobre todo en esa categoría 1, han volado tanto Joseba Iraola como eh, Javi Villa, que se convierte, por lo tanto, en el récordman de esta subida a Urique y todavía a falta de la tercera manga. ...de carrera, que es la que va a tener lugar, pues no sabemos a qué hora... ...porque esto va con cierto retraso, ahora, a esta hora, a las tres, a la una y cuarto... ...estaba prevista precisamente la salida, y bueno, pues veremos eh, a, a qué hora definitivamente... Eh, ...comienza esta tercera manga, pero tienen por delante, Juan Carlos, todavía una manga... ...para eh, poder bajar incluso ese, ese tiempo, no sabemos eh, en la medida de qué, pero... ...teniendo en cuenta las tendencias de los últimos años... ...siempre la tercera manga es la que nos ha dejado los, los tiempazos, ¿no? ...el asfalto se supone que estará ya más caliente... ...por tanto mayor eh, adherencia... Eh, ...en el asfalto, como decimos... ...y Javi Villa que, que apuntaba que... Eh, ...de todas formas no iba a ir al 100%, no iba... Eh, ...a sacar a, al máximo, ni no iba a arriesgar tampoco... ...completamente, porque... ...bueno, pues están todavía con los reglajes en el... ...en ese nuevo vehículo que está estrenando este año ese B53, eh, pero eh, evidentemente nos decía que, claro, que iba a, ir, a intentar ir por el récord y lo ha conseguido, la verdad es que no sabemos si él mismo lo, lo sabrá a esta hora, eh, porque él nos comentaba hablaba de 2 10.5 el récord de, de Vilariño eh, y no, lo hemos confirmado por aquí el récord de Vilariño de 2.10.7 y por tanto, ya decimos, por menos de una décima eh, eh, al final ha conseguido ese récord Javi Villas 2, 10, 698 ese es, Esa es la marca Que eh, a partir de ahora No sabemos si por unos minutos Porque logre todavía mejorarla En la última eh, manga de carrera Pero por ahora ese es el registro Mejor en la historia De las 23 ediciones De la subida Ubrique Que arrebata a todo un histórico También en esta prueba Como es Andrés eh, Vilariño Nosotros que eh, eh, Nos vamos a quedar Enseguida con protagonistas vamos a hacer un alto en el camino los coches que están ahora mismo en la parte alta del tramo, evidentemente. Eh, se está a la espera de que regresen aquí está el parque presalida para eh, bueno pues iniciarse lo que será la tercera y definitiva manga de carrera. En principio, como nos comentaba Jesús, estaba prevista para la 1 y 4, pero eh, está claro, 1 y 4 son ya... Así que eh, se va a demorar un poco en el arranque, seguramente todavía al menos unos 20 minutos o incluso algo más. Eh, pero bueno, todavía juegan con ese margen que tienen hasta las 3 de la tarde en que se ha fijado la reapertura de la carretera. saben que ayer se demoró por las incidencias registradas, algo más de lo previsto. En principio hoy, y siempre es el objetivo, el respetar ese pronóstico... Eh, es lo que se informa, que aproximadamente en torno a las 3 de la tarde podría estar revierta la carretera al tráfico y, bueno, la verdad es que todavía hay tiempo por delante para que finalmente eso se pueda cumplir. Todavía, ya decimos, tienen que bajar los coches y, eh, a partir de ahí, iniciarse lo que será la manga definitiva de esta vigésimo tercera subida ubriqui. Así que, entre tanto, nosotros eh, vamos por aquí eh, ordenando datos esperando eh, a protagonistas para quedarnos con sus impresiones de los participantes y enseguida, por supuesto, ya saben, continuamos con toda la información sobre esta subida a Ubrique. Eh, un recordatorio, antes de finalizar, por favor, mándenos su fotografía, muy fácil, eh, desde donde estén ubicados, eh, bueno, pues directamente lo mandan vía WhatsApp y nosotros que vamos a ir reflejándolo en nuestro perfil en Facebook. Lo dicho, 18 minutos sobre la una, un alto en el camino, enseguida...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 Oh, my God. Nunca estar de pararse a la calle, nunca estar de para el asombro, no estar de nunca para unos ojos del sereno cielo y águila en el aire. Yo no verger, buscar los senderos y encontrar del termal. De un pasar Dejar te quiero Escritos entre pucheras Que alguien le era Nunca es tarde Para las palabras Para la orilla del mar Nunca es tarde Nunca es tarde Cuando el verso junte Cuando el ser arranca Cuando el santo embarra Para el afán despedido Por la vida Nunca es tarde Nunca es tarde que es tarde. Y si el dolor trae brumas fielas a fechar la tarde con se deben si ir torcar tus pies poner vivir en tu honor Yo no me veré esperar aguas y encontrar caballos de mar El no pasar dejarte hielo entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el velbo vivo nace de la carne, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.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 Subida Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique, con la vigésimo tercera subida. Bueno, pues ya casi en el tramo final de la competición en este domingo. Jesús Domínguez, eh, de nuevo, buenas tardes. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Jesús? ¿Frank? Adelante, Jesús. Sí, pues estamos aquí en la zona del, del parque de trabajo... ...una vez finalizada la segunda de las mangas de carrera oficial... ...y tenemos con nosotros a uno de los pilotos ubriqueños... ...a Juan Antonio lagón Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos lo que es la subida? En principio bien, viendo lo que pasó el año pasado... ...este año mucho mejor. Uh -huh. Recordemos que el año pasado eras debutante eh, en Ubrique... ...y claro, ya no solo con la experiencia del año pasado... ...sino que nos comentaba también con la experiencia de Sierra de Cádiz... Ya uno se va haciendo lo que es la competición, ¿no? Sí, más o menos nos vamos haciendo ya coche, los neumáticos y esas cosas, pero tiene un problema ahí. Allí tuvo un problemilla, pero nada nada grave. Un vehículo totalmente montado por ti, ¿no? Mm, comprado, en verdad, fin sí, montado, pero ahora le hemos tenido que hacer un montón de cosas, las homologaciones, todo lo que te exigen Sí. Mm. Juan, eh, ayer tuvimos una, una tarde un tanto peculiar, ¿no? Con, con lluvia, ahora llovía, era no llovía. ¿Cómo se, se desarrolló para ti la jornada del sábado? Hombre, en principio la salida iba bien, pero cuando llegaba lo que al publiómetro, esas curvas estaban un poco humedecidas, pero vamos, bien. Fuiste uno de los afortunados que pudo realizar las tres mangas, ¿no? Sí, sí. ¿Y sin ningún tipo de problema mecánico ayer o, o ya esos problemas que nos comentabas empezaron a salir? Mm, era un, un problemilla. Arco es una curva derecha, pero ya está, ya está todo solucionado. Y hoy el panorama supongo que totalmente distinto, ¿no? Porque ahora está castigando el sol y, bueno, pues esto, dentro de lo que cabe, mucho mejor para, para, para, para pilotar, ¿no? Sí, mucho mejor. ¿Cómo ha sido cómo ha sido esta manga de carrera? Esta es la mejor de todas, es ¿eh? la que más mío más salido, la verdad. Eh, suponemos que el, tra el tramo el trazado en, e en situación en estado muy diferente al de ayer, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, no sé en la primera manga porque sí había cierta humedad por, por la hora que era todavía temprano, pero esta ahora está totalmente perfecto. Sí, ahora está mejor calle. Oye, Juan eh, ¿cómo te afrontas ahora la tercera y definitiva carrera? Tranquilo. Entonces. Despacito y con buena letra, tampoco, y que es cosa cabentera. Hay que destacar que nos comentaba Juan hace unos instantes que todo el tiempo que, que ni lo miras. No, no, no lo miro. Lo miro al final, si no me pongo nervioso. <risa> bueno Juan, que, que como decimos, eh, primera prueba de la temporada, esta aquí en Ubrique, ¿Cómo, ¿cómo tienes planteado este 2018? Pues queremos participar en el Rally de Jerez, que es el, el 18 de mayo, y hacer unos pocos de rally más. ...que es lo que nos gusta realmente. Que, que todos se conocen todos los pilotos locales... ...y por lo que hemos podido sondear durante este fin de semana... ...no sé si, si va a haber más pilotos ubriqueños en Jerez que aquí. ¿eh? En principio puede ser que haya más pilotos... ...yo creo que sí, que para el año que viene habrá más pilotos. Y una última cosa, como siempre... Eh, ...en este caso pues agradecer a los colaboradores... ...te damos la oportunidad para que aquellas personas... ...aquellas empresas ¿no? que con un pequeño un granito de arena... Te apoyan y te dan ese empujoncito para que esté aquí, pues para que lo reconozca. ¿Quiénes son las empresas en este caso que te apoyan? Pues Troquele Chacón, el su área Automoción, Pintura en la Sierra y Talleres Aragón, uh -huh. que es mi padre. el negocio familiar, lógicamente, es el, el más importante, ¿no? el más importante. Nada, Juan Antonio, muchas gracias. Me alegro mucho que te vayan viendo, yendo bien las cosas en esta jornada y nada, para disfrutar de la tercera manga, ¿eh? Vale, gracias. Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras del eh, piloto eh, ubriqueño, que en este caso ha conseguido finalizar la prueba y ahora está pendiente de eh, la tercera. Antes eh, que nada, vamos a ver si tenemos también eh, la posibilidad, muy brevemente, muy brevemente ya decimos, de eh, eh, sondear a, a Rubén Pérez muy brevemente, un minuto solo para que nos explique eh, En este caso, qué es lo que ha ocurrido en esta manga Porque han marcado un tiempazo que no veas, ¿no? Pues la verdad es que no sé lo que ha pasado No sé si está bien, si está mal, pero después me lo diré A ver qué pasa ¿Pero tú has tenido mejores sensaciones que las anteriores en manga o no? Hombre, ahora es solo trompo Yo creo que habré eso más, digo yo Pero bueno, después ha rápido, más rápido que antes Pero no sé todavía Pues está ahora mismo en ese incertidumbre, ya veremos si se lo confirma, pero bueno, que, que caberá posibilidad, ¿no? Sí, cabe, cabe. Yo tengo los papeles. ¿Con qué? ¿Andaña de papeles? Pues nada, Rubén, enhorabuena, esperemos que se confirmen. ¿eh? Venga, pues ahí dejamos a, al piloto briqueño que ha marcado el mejor tiempo. Y bueno, el otro día, el viernes, tuvimos la ocasión de, ...de hablar precisamente con Cristian Vázquez... ...que es uno de los debutantes en de Nubrique... ...lo tenemos aquí con nosotros, Cristian, buenas tardes... Buenas tardes... ¿Qué tal? Eh, ya era la primera vez que decimos que competías aquí en ubrique ...ya solo quedé una manga de carrera, ¿hasta ahora cómo ha ido la cosa? Bien, poquito a poco cogiendo confianza... ...y por lo pronto bien, la verdad que sí... ...el COSE está respondiendo como yo quiero... ...me hacen unos extraños, pero bueno... ...dentro lo de que cabe va todo perfecto... ...y nada, a terminar, a esta última... ...el COSE al garaje, que donde tiene que estar... Eso es lo importante, porque te hemos visto durante el fin de semana... Eh, ...al menos tranquilo en ese aspecto... ...centrado en lo tuyo que es la conducción... ...porque eh, el vehículo gracias a Dios ha, ha respondido... Se está ¿no? comportando... ...tuvimos un problemilla el viernes... ...pero vamos, fue nada... ...una rotura de espárragos... arregló y hasta de ahora, hasta la de hora de hoy... No, ...no ha fallado y... ...vamos, esperemos que esta última manga... sigamos sin problemas... ...y ya está. Cuéntanos, ¿qué se siente cuando... O ...qué sentiste cuando hiciste esa primera manga... ...aquí en tu pueblo? Muchos nervios, sobre todo a la hora de salir... ...pero ya una vez que llegas arriba... Yo que sé, pegas dos voces de... ...pa afortarlo todo, como quien dice... ...pero muy bien todo, la verdad que sí, que muy bien. La situación, ¿más de lo esperado, menos lo que lo que te esperaba? Más de lo que yo me creía, porque yo me creía que el COSE no iba a llevarlo yo tan... ...como lo estoy llevando, no iba a ir por donde yo quería... ...pero el COSE está respondiendo, como te he dicho antes, a lo que yo quiero... ...simplemente que eso, que me tira un poquito la derecha frena ...pero no es una cosa muy... Pero ...por lo demás va muy bien, la verdad que sí. ¿Y ayer en las condiciones en la que se desarrolló la prueba...? Eh, ...la verdad que para un novato era complicado, ¿no?... ...porque no sabíamos acá tenernos, lluvia, seco... como lo hiciste?... ...yo me la jugué, la verdad... ...algunos cambiaron a seco, otros no, lo que fuera, ¿no?... ...o a lluvia... ...y yo me estaban diciendo, ponle agua... Y digo yo, ya jugaban seco... ...y fue pasar la meta y empezó a llover... tuve fuerte, gracias a Dios... ...pero vamos, que fue una lotería... ...porque eso, el mejor aquí abajo estaba medio seco... ...pero ahí arriba estaban zonas húmedas... ...y que abajo no, pues el neumático ahí... ...pierde un poquito de, de gris... ...ostaste por los ESLI entonces... que eh, indudablemente tal como el día Eso es lo que pega hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso es lo, que, lo idóneo ahora mismito para pa subir. ¿Y hoy cómo ha sido? ¿Después de la experiencia de ayer hoy te la has tomado de otra manera bueno, o has seguido? y asegurando. poquito más siempre, pero siempre asegurando. No no voy a llevar el límite del cose, porque tampoco quiero partirlo, pero poquito a poco. ahí ido haciéndonos al cose para la próxima vez que estemos más preparados para poder pa la guerra. y sí, Por lo tanto, muy buena experiencia esta primera aquí en Ubrique, ¿no? Sí, señor. Muy buena experiencia y vamos, inolvidable. Me hace todo inolvidable. Las fanes ahí arriba... Todo el mundo sillando, vamos, aplauso de todo. Ya está, se lo muy bien todo, ¿eh? Pues nos queda la tercera para disfrutar. Sí, además de verdad, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible y terminar, como te comentaba antes. Nada, Cristian, que me alegro mucho, que no enhorabuena y nada, seguir disfrutando de, de lo que queda, de lo poco que queda ya de la subida. No, no, no, venga, muchas gracias. Pues esas eran las palabras de Cristian Vázquez, debutante en Ubrique este año y que bueno, pues como hemos dicho, pues eh, lo ha hecho bastante, bastante bien. Vamos a pasar, después de, este, de esta turné, a, a nuestro compañero Juan Carlos, que también lo vemos por ahí con algún piloto de nuestra localidad. Así es, vamos a intentar conversar con todos ellos, aprovechando este parón antes de lo que es la tercera eh, manga definitiva de carrera. Estamos con Antonio Toro. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, ¿cómo está marchando el fin de semana? Hombre, pues un meón de lo que esperaba, porque me tengo que hacer a la montura esta nueva, el este nuevo, y, y la verdad que poco a poco voy cogiendo el rollo. No es el León, claramente, y el fallito que estoy cometiendo es de que, claro, en el León yo frenaba antes de la curva y este lo hago igual y, claro, me quedo cinco coser ahí, ¿sabes? De todas formas, exprimiendo hasta el máximo, hasta que además te hagas con él un poco, eh, y bueno, además, bueno, con la experiencia que tiene ya también aquí en Ubrique, ¿no? Claro, eh, todo con el de... el el truco, el cosecito, porque me he montado, me he bajado de un coche que era totalmente diferente a este, que este eh, cambia todo, vamos, no tiene nada que ver. De todas formas, eh, ya digo, dentro de lo que cabe, contento, ¿no? por eh, Porque además, ¿no? El objetivo es terminar eh, y, bueno, disfrutar el fin de semana. ¿eh? Hombre, claro, esto se trata, de terminarlo y disfrutar y, y acaba bien. Uh -huh. Y ya es, es, es, es lo que se basa, es, es disfrutar dentro del cose, el de mano y, y terminarlo. Estamos viendo por aquí también además el caso por ejemplo de david martínez no que había tenido ante un percance a ver si hablamos ahora dentro de, de unos distantes eh, y bueno pues evidentemente no es una posibilidad así que hay que tener mucho cuidado eh, hay que decir que además el esfuerzo vuestro hombre en comparación con, con otros pilotos que hacen el campeonato de andalucía o de o de españa es muy importante con qué patrocinadores por ejemplo antonio cuenta tu Hombre, yo con todos los que tengo puesto ahí, cuento... Y además, ya te digo, no tiene más que ver la asistencia que tenemos aquí entre todos. Esto es... y es muy grande, aquello. Pesan una mano en todo, no te falta de nada, ni, y de esto se trata, aquello. Eh, y los patrocinadores, no te digo nada, eh, eso se porta muy bien conmigo todos los años. Puedes comentarlo además, ¿cuáles son? Porque eh, eh, se trata de eso. Darles publicidad, para eso apoyan. Claro, yo tengo aquí a darle las gracias, a claro, a OG, eh, que me da la publicidad de Henning, que te lo espero a Suárez de Automoción, a Siete Pecado, a, a, a carvillo de Chapapintura, a de Gallery, a Oasis claramente, a La Tojana, Muebles de eh, yaras Llaras, eh, si se me olvida alguno que me perdonen, porque es que tengo, tengo mucha, ¿sabes? Bueno, pero eso, eso es buena señal, ¿no? Que, que confían y apuestan por el automovilismo en nuestra localidad, porque decíamos, 22 eh, participantes este año, la verdad es que cada año esto va más, Eh, y bueno, nos decían incluso, nos comentamos con otros compañeros tuyos, que hay pilotos que están ahí, eh, posibles pilotos que van a aumentar esta cifra para próximos años, ¿no? Claro, bebé. este deporte es caro pero muy bonito, y poco a poco los chavales de hoy en día de nos metemos en esto, yo me, me incluyo porque yo llevo muy pocos años, no llevo no llevo bastante, pero le está gustando a, a, a, a la gente de aquí de Ubrique, y no, no fue, es feo, es bonito que le guste también el motor, no va a ser todo, solamente todo furbo, <risa> Antonio de eso sabe también, ¿eh? Algún peinito hemos hecho a Fútbol Sala, ¿no? También, también. Es que te metemos a todo. Bueno, Antonio, que la verdad es que eh, imagino disfrutando ¿no? de estos momentos porque es increíble la imagen que muestra aquí. Eh, imaginen en la plaza de la Barrera Andalucía, donde se sitúan los pilotos ubriqueños principalmente. Esto está lleno de familiares, de amigos, eh, disfrutando de esta fiesta del motor, ¿no? Ya ves, esto no, no tiene más que verlo. Y el público ahí arriba es espectacular, ¿eh? Allá había gente y con el tiempo que estuvo, que si lluevo o no lluevo, y, y hoy igual, allá arriba hay una cantidad de gente enorme, enorme. Me imagino que os sentís muy arropado ¿no? El, el apoyo es grande, ¿no? Por parte de todos los amigos que están repartidos por el tramo, ¿no? ¿eh? Ya ves. Por los amigos que están en el tramo, porque el que te aquí en la mano y por por todo, por todo, todo, todo el mundo. Y, además, y Ubrique entero, vaya. Además, aquí estamos viendo desde pequeños que todavía no saben cantar hasta gente mayor, ya decimos, Ubrique volcado con el automovilismo y con los pilotos ubriqueños. Antonio, te dejamos que disfrute Muchísima suerte en la última manga de, de carrera con el objetivo no de terminar y lo más alto posible. Digo, muchas gracias. Gracias, Antonio. Las palabras de Antonio Toro. Vamos a seguir con ese recorrido por los pilotos ubriqueños. Jesús. Pues sí, nos eh, encontramos en estos momentos con eh, Geray Benítez, eh, el piloto de Prado del Rey... ...pero que está aquí enficado en, en Ubrique, que lo consideramos como nuestro también... ...como uno de, de esas más de veintena de pilotos locales que nos representan hoy aquí en la subida. Geray, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando la subida Ubrique hasta el momento? Perfecto, ahora va perfecto, Ajá. a detalle. y ¿eh? iba a comentar, eh, como he hecho con otros pilotos, sobre la jornada de ayer... Bueno, que fue un poquillo complicada allí con, con el tema de la lluvia, que ahora llovía, que ahora no llovía, pero después de lo de Estepona yo no sé ya... En que... no llovió muchísimo. Ayer lo que hicimos es aguantar tu momento para montar un neumático otro, porque cuando estaba el tiempo, puedo decir que no, para, para acertar, no recertar. ¿Y al final con cuál lo estáis? Con seco Seco, ah. Y lograste finalizar bien ¿no? Sí, sí, perfecto uh -huh. Iba a decir, incluso la jornada ayer en, en cierta manera, eh, en el tema de la estrategia Incluso más complicada que la de Estepona Porque en Estepona, sabía ya lo que tenerse aquí claro. Pues eh, es una apuesta más que otra cosa ¿no? Claro, aquí es para tu momento Allí ya estaba claro que era agua uh -huh. no, Geray, ¿qué, qué intenciones ¿con qué intenciones ha, ha, ha llegado aquí A esta subida? Uriquil? La intención es terminar porque tenemos un rally en un mes Y queremos realizarlo ¿eh? Entonces, terminar más rápido posible, pero Terminar, que es lo principal en esto, porque esto, el, el, el finalizar esto todo, van a nosotros. ¿eh? ¿Qué tal está respondiendo la, la montura? Perfectamente, súper bien, al 100%. ¿No ha tenido problemas en todo el fin de semana? Ninguno, cero problemas. Uh -huh. La verdad que está perfecto. El único, tenemos una falta de adherencia porque nos llevamos y nos empieza a partir una rueda, pero vamos, que lo vamos llevando no podemos y va bien. ¿eh? Uh -huh. Supongo que en una jornada como hoy, soleada, ¿no? Por fin una prueba... Es con sol, después de Algar, de Chepona, se disfruta, que teníamos... se disfruta un poquillo más, ¿no? Hombre, tenemos muchísimas ganas de correr seco porque las sensaciones son totalmente distintas. El agua no te permite llevarte al límite, ¿eh? Uh -huh. ¿Escena eh, manga y última? ahora que... Vamos a intentar que terminar ya. Ya hemos hecho dientes. Uh -huh. mm. ¿Tienes alguna alguna fijación por rebajar el tiempo aquí en Ubrique? O... Está complicado ya. Yo creo que en mi tiempo ya es difícil ya bajarlo más. Bueno, ahora mismo, ¿eh? y nos decía que próxima cita el Rally, rally Sherry de, Jerez, rally de Jerez, sí. eh esta temporada que, que Sí, dentro de, de un mes tiempo. aproximadamente. Sí. Tentaremos hacer ese rally y después el Sierra de Cadilla. El rally también aquí de la zona. De subidas ya con esta subida semana? ya iríamos a lo mejor a VG, si todo va perfecto y Torlavaki Morvera. Mm. Oye, ¿qué te ha parecido el ambiente este año aquí en la subida pues, de la zona de la Impresionante, como siempre, impresionante, Uri, que no hay nada es un herridero de, de gente, de amigos, de conocidos, si eso, de familia El, el arrope que tiene Urique no tienen con la androcia Nada Geray, que muchas gracias y que no la buena y ahora disfrutar de lo que queda ¿eh? Gracias a vosotros Muchas gracias, pues esas eran las palabras del eh, piloto pradense Que en este caso, eh, como decimos, eh, eh, es eh, vuelve ...después de Estepona a dar una prueba del campeonato de eh, España. Bueno, y ahora vamos eh, también a conversar brevemente con Juan José Carrasco... ...que lo tenemos aquí con nosotros. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo se está desarrollando el rally? Ayer tuviste, tuviste algunos problemas... ...el rally, perdón, la subida. Ayer estuviste algunos problemillas, pero parece que hoy la cosa va sobre ruedas, ¿no? Sí, hoy vamos disfrutando. Ayer tuvimos el percance que se nos rompió una rótula de suspensión, pero... Lo arreglamos, salimos la tercera a probar, vimos que el coche iba bien y esta mañana hemos salido a intentar no los tiempos del año pasado. Uh -huh. Es decir, ¿esta noche no ha sido una noche ajetreada como han tenido muchos otros? No, la verdad que no. Corrimos la última, lo medimos en parque cerrado y no le hemos tenido que tocar. Eso se agradece, ¿no? Mucho. sobre todo para para el descanso porque eh, para afrontar pruebas como esta también eh, el físico... Eh, tiene mucha importancia, porque la tensión que se tiene dentro de un coche en pocos deportes eh, se puede tener, ¿no? Claro, si no descansas no estás al 100% de tu condición física, porque si, por ejemplo, duermes tranquilo, estás con un rendimiento bueno. Ahora, si no descansas toda la noche, no sales tranquilo, sales nervioso, no sabes lo que va a pasar, pero por lo demás, todo bien. Por suerte hoy parece que es el día más apto para la conducción, ¿no? Sí, hoy está la carretera muy buena, agarra muy bien la rueda y el asfalto está muy bien, muy bien. Y en este caso cómo te han ido estas dos primeras mangas? Muy bien, hemos bajado la primera tiempo del año pasado y en esta segunda lo hemos vuelto a bajar otra vez. ¿Y en, en cuánto lo has dejado? 3.23. 3.23. Y la intención ahora, ¿dónde crees que puede estar? En esta última manga Yo con los 323 me conformo Yo por tal de llevar coche Luego al garaje, eso es el mejor premio que puedo tener sí, Claro, porque como hemos hablado muchas veces Los dos objetivos Uno es finalizar con el coche entero Y otro y se puede rebajar el tiempo del año anterior Y eso ya se ha logrado ya sí Vamos vamos a intentar de bajar, aunque sea un segundillo más Pero si hago los 323 Estoy satisfactorio Sobrado lo importante, como decimos, es que, que el vehículo ha respondido y que, eh, bueno, en, en ese aspecto, tranqui tranquilidad relativa durante el fin de semana. ¿no? Sí, estaba verdad, ayer tuvimos los problemas, salimos desconfiados, pero ya cuando arreglamos el coche y todo bien, hemos salido muy confiados en él. En el Sierra de Cádiz disfrutamos mucho y cogí mucha mano con el coche y mucha confianza y ya este año hemos salido a, a dar lo que podamos. Eh, con la perspectiva del tiempo, que diferencia con el año pasado, no aquí, cuando debutaste? Pues la verdad es que el año pasado también tuve un problema en la dirección... ...y tampoco pude dar lo que pudo dar coche... ...pero de la, la primera carrera Antonio Pérez, por ejemplo... ...me que iba a o menos el tiempo que eche ...y este año me ha dicho me se lo va a bajar y, y en ello estamos. Uh -huh. eh, se ha notado sobre todo en, en lo que es a, a nervios, ¿no? A, a nervios a, a, el año pasado en el debut... ...supongo que uno siempre está ahí con, e, con ese no he metido en el cuerpo pero como tú comentas el rally porque no eres el único otros pilotos nos han dicho el rally Sierra de cádiz es lo que lo que te ha permitido quitarte digamos ese eh, no nervio sino no podíamos decir respeto inicial ¿no? claro porque tú la subidas vida son tres minutos como mucho cuatro si te pasa algo en un rally y cuatro kilómetros y medio en un rally está rally de 20 kilómetros cronomettra que sabes tú la reacción que te hace un coche de aquí a ven acá si sí te hace algo pero no te hace lo mismo que en un rally Sí, tanto para conocer el vehículo que, que, que conduce como para conocerte a ti mismo, ¿no? Claro, para ver tus metas, lo que tú puedas llevar, cosas en un, un rally, lo disfrutas mucho más que en una subida. Pues nada, Juan José, que muchas gracias, que enhorabuena por, co, por cómo se está desarrollando la jornada y nada, seguir en esta línea, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Ya la disfruta. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pues okay. hasta luego. Esas eran las palabras de Juan José Carrasco. Además, que nos da bastante alegría ver que casi todos los pilotos, pues en este caso tienen, eh, pues, buenas sensaciones, ¿no?, y todo, todavía falta de una manga. Eso significa que están yendo las cosas eh, bien y, bueno, parece ser, vamos ya brevemente también... A ver si podemos eh, intercambiar unas palabras con otro de los locales que todavía no habíamos tenido ocasión en la jornada de, de hoy con Sergio Álvarez. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando? Ya falta tan solo de una manga lo que es la... Sí, serie. queda poco ya para terminar y bueno, con pues la única intención de, de acabar la carrera y poco más. Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo fue la jornada ayer tarde? Ayer fue un poco más complicado porque empezamos con la primera manga bien, pero la segunda manga rompimos el cambio y tuvimos noche de cambiarle una caja de cambio de, de serie. La otra era una caja de cambio de competición, hecha de serie y bueno, por eso ya nada, me olvido de tiempo y a disfrutar lo que queda del fin de semana y a terminar. Bueno, entonces ayer solo pudiste hacer la primera manga, ¿no? La, sí, rompimos la segunda y ya está, nada más, o sea, ya rompimos el cambio, varios, varios piñones rotos y demás y montamos una caja de cambio de serie y, y nada más. Habéis tenido una, imagino, tarde-noche ajetreada, ¿no? Sí, un poco, no, no más que también nos han echado ahí una mano y demás para montarlo, pero bueno, al final todo bien y ya está, disfrutar el fin de semana, como yo digo. Esta ¿Mañana podemos decir que has estado disfrutando no te ha dado ningún tipo de problema? o no, o... problema ninguno, bueno, que sí que los tiempos ya no salen igual que, que ayer, porque el coche no corre lo mismo, el coche no, no va igual, pero bueno, por lo menos puede llegar arriba, que lo importante. Oye, Sergio, ¿qué planes tienes para esta temporada? ¿Solo Ubrique o tienes vistas ahí como otros muchos pilotos Jerez que nos están comentando mucho y alguna que otra subida? Pues bueno, en principio eh, teníamos pensado hacer por lo menos un par de rallies, tres o cuatro subidas. Lo que pasa es que con el previsto este de la caja de cambio, que no es ninguna tontería, pues vamos a plantear un poquito a ver lo que podemos hacer. Y bueno, el rally de Jerez me gustaría muchísimo hacerlo, pero a ver, tenemos que ver qué es lo que lo que sucede. Claro, quizás no, no llega a tiempo, ¿no? Claro. Pues sí. Bueno, última manga, la que nos queda ahora ¿Cómo te la planteas? Pues nada, intentar hacerlo exactamente igual que en esa última Y nada más, terminar Ya hemos roto suficiente este fin de semana Así que a terminar la he dicho ¿A pesar de todo te vas con un buen sabor de boca? Bueno, sí, es Ubrique, una gran subida Y es el pueblo y o sea, que Con terminar y demás ya es suficiente Y dejamos lo malo atrás Y a mirar un poco más hacia adelante el hecho Nada, Sergio, que muchas gracias, gracias y enhorabuena y nada, Hasta luego Pues bueno pues ahí estaban las eh, palabras del eh, piloto ubriqueño de otro de los eh, pilotos que nos quedaba por conocer sus impresiones en lo que ha sido la jornada eh, de hoy juan Carlos no sé si tú por la zona por la que estás puedes ahora eh, hablar con protagonistas y sí, jesús pues eh, vamos por aquí a david martínez Eh, como saben, el piloto humequeño que ha tenido ese percance en la manga anterior eh, de carrera con su Renault Megane, afortunadamente, bueno, pues en perfecto estado, ningún daño físico y, bueno, pues simplemente, eh, bueno, está claro, eh, las ganas ¿no? de, de partir en esta tercera manga de, de carrera no va a poder ser así porque los daños son importantes en ese Renault Megane Y bueno, de hecho, el coche eh, ni siquiera lo han traído hasta aquí, hasta la línea de, de salida. Eh, David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, lo más importante, eh, para aquellos familiares, amigos que te estén escuchando, en general, para todo el mundo, eh, está bien, no? Sí, estoy bien, la verdad que me encuentro bien. Físicamente, ningún problema. Estamos por aquí intentando disfrutar de lo que queda porque no queda otra, ¿no? Sí, no queda otra. Esto es lo que hay. Así es con las carreras de, de marca, muchas veces. Coméntanos qué te ha pasado. Pues nada, eh, pasé el kilómetro y ya iba digamos en cuarta cuando metí la tercera, no te recorraron el coche, una como una holgura, pero realmente no sabía lo que era. Eh, cuando fui a meter la segunda, se me, se me clavó el coche delante delante de la izquierda y es que sabía partir los espárragos que tenía la rueda. Iba con arroz menos, ya no podía frenar y ya es he un resto. Así que bueno, eh, la verdad es que es una incidencia grave porque te quedas ahí con un eje menos ...la parte superior, ¿no?, y la bantera... Sí. Y, ...y, bueno, pues afortunadamente... ...no ha ido a más, pero ya decimos que... ...la verdad es que suerte sería porque... Eh, ...físicamente sin ningún problema... ...claro, lo importante es uno que no tenga nada... ...duele la, la chapa, duele también... ...porque, hombre, ahora toca... ...sale muchas horas a través de dinero... ...pero que lo que hablamos esto es todo así... ese deporte así de, de cabrón, muchas veces... <ríe> ...al margen de eso, ¿no?, de lo importante, ¿no?, que... ...eso ya decimos... Eh, ...está físicamente eh, bien... ...y el coche que ni siquiera lo han, lo han bajado, ¿no? Al final no han podido bajarlo todavía y me decía ¿no? Que está imposible, estaba imposible que pudiera hacer nada por, por intentar retomar eh, la carrera. No, imposible. Se ha arrugado la, lo que es la, la cuna, he partido cartes, no sé qué tiene nada más porque no me no, no va a tiempo de verlo, pero imposible. Es pues que imposible. imposible salir y ya cuando estemos en casa ya volveremos más tranquilito uh -huh. Y eso que, bueno, en vuestro caso, como tú decías, no la verdad es que es mucho esfuerzo ahora y mucho dinero, ¿no? Dinero y muchas horas ahora totalmente. ¿eh? Y la verdad es que estaba el asfalto muy bueno para pisarle y estos tía manga seguramente van a disfrutarlo muchísimo porque está está muy buena la carretera. Me decía antes eso sobre todo, ¿no? Más ganas todavía si caben porque, eh, claro, comparar con el día como estuvo ayer, ahora desde loca a veces va calentando más el, el asfalto y evidentemente mayor adherencia y a disfrutar se puede dar mucho más. ¿eh? Por supuesto, ya estaba, ya estaba bueno en esta segunda manga y la tercera estaba hasta espectacular, seguro, vamos, segurísimo. ...de todas formas, hasta aquí, hasta... ...bueno, pues ese percance que has tenido... ...la verdad es que el fin de semana está viviendo bien, ¿no?... Eh, ...disfrutando, ¿no?... ...sí, el coche ha ido perfectamente, ninguna avería... ...eh, no hemos tenido hacerle nada... ...simplemente presiones de ruedas y poco más... ...ni, ni hemos hecho aceite, ni agua, nada... ...el coche iba perfecto, quedaba muy bien, muy bien... va muy bien, andaba muy, muy bien... ...pero claro, hasta que ha ...eh, David que está, bueno, pues... ...con la familia aquí, porque recordemos... ...también su hermano, eh, participando... Y en general, ¿no? Aquí se está en familia porque es increíble, ¿no? La cantidad de, de familiares, amigos, de mecánicos que os apoyan para echar una mano eh, a quien sea, ¿no? Eh, eh, aquí en, a todos los pilotos briqueños. Es ¿no? que nos juntamos todos y si te hace falta algo, un líquido, un tornillo, una pieza, lo que sea, si alguno la tiene, pues no la dejamos y aquí la verdad es que hay muy buen rollo. Que es una de las partes más bonita de este deporte, vamos. Que todo una familia y, y no somos competitivos entre nosotros, vamos. Una jornada Esto es una jornada de convivencia, ¿eh? pues estamos viendo aquí pequeños mayores eh, tomando aquí un refresco, eh, un bocadillo, unas patatas eh, Y bueno, como el que disfruta de un partido de fútbol, pues aquí vosotros eh, ya hicimos junto a, a los vehículos y, y disfrutando del motor esta es otra forma de, de ver las carreras, una forma de irte al tramo y ver la, lo que es el, la trazada, ¿no? y, y ver los coches y esto de, de la asistencia es... Eh, es una familia completamente, aquí, eh, como tú dices, disfruta los niños, los mayores, eh, nosotros, aquí todo mundo disfruta asistencia, porque es otra forma de vivir a la, las carreras. Pues veíamos como muchas personas se iban acercando a preguntar a David cómo se encontraba, y decimos que lo más importante es eso, que físicamente bien, y bueno, pues lo, lo demás es, eh, se puede arreglar, eh, y eso sí, con esfuerzo, con un coste que para los pilotos ubriqueños aún es mayor, así que... Enhorabuena por este esfuerzo y, y nada, a disfrutar en cualquier caso ahora como, como espectador y a pensar ya en, en próximas subidas, ¿no? A ah, esperar ya por la siguiente, como ese, también darle gracias a, a los espectadores, al público, porque hombre, te apoyan, los aplausos y te animan. Pues David, lo he dicho, muchas gracias a ustedes. Palabras de David Martínez, que eh, bueno pues es otro de los pilotos, junto por ejemplo a Esteban Gutiérrez con el que se encuentra nuestro compañero Jesús Domínguez. Pues sí, pues estamos con Esteban Gutiérrez, eh, a falta tan solo de una manga ya para que finalice esta subida a Urique. Esteban, ¿cómo va cómo está haciendo el fin de semana? Bien, muy bueno, muy bueno. La pista está mejorando con a medida que va pasando el día. Pues va cogiendo temperatura la carretera y están saliendo buenos tiempos. Estoy contento. Decimos que ayer tuvimos un día un, algo difícil, ¿no? Sí, porque había goterillas, se eh, humedecía la pista... ...la mitad de la pista digamos que estaba buena... ...después las últimas curvas muy frías... ...reparaba mucho, era muy difícil... ...tener constancia, ¿sabes? ¿eh? Y... y sobre todo ya decimos porque... Eh, ...no sabía uno a qué atenerse, ¿no? Si con lluvia, sin lluvia... Tenías que ir, bueno yo... ...en el caso nuestro vamos con los mismos neumáticos... ...pero tienes que tomar precauciones... ...porque si la... ...te si encuentras una curva que está un poquito húmeda... ...no puedes entrar... En, ...con la misma confianza que si estuviera seca del todo... ¿eh? Una situación totalmente distinta a la de hoy, ¿cómo te han ido estas dos mangas de, de la jornada de domingo? Muy bien, muy bien. En la primera pues ya muy contento, porque he sacado buen tiempo y lo he hecho bastante bien. Y en la segunda pues digamos que lo estamos lo abordando, pero Javi recio recibe una salida de pista delante mía, ha sacado la bandera y he tenido que afloar un poquillo en esa curva. Y ya está, pero por lo demás, perfecto. ¿Y ahora en la tercera, cómo te la planteas? En pues la tercera me la planteo, si la hago igual que esta, pues genial. ...porque esta me ha salido muy bien... ...y ya más es complicado de, de sacar... ...así que igual que esta... ...y muy contento, estaría... En líneas generales Esteban... ¿eh? ...satisfecho con ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollado ...todo el fin de semana, contento... ...sí, la cosa es que nos suspendieron ayer una manga... ...porque a ver, hay muchos inscritos... ...y hay algún problema tal... ...se retrasa y, y es lo que pasa... ...pero bueno, hemos corrido una menos... ...pero es lo que hay... ...eso es casi que se daba por eso ...ya con 110 inscritos... Muy difícil que no pase nada. Eh, eh. Lo bueno es que también estamos eh, sondeando que la sensación en general de todos los pilotos ubriqueños eh, a, a estas alturas podrán ser al una prueba de que han ido las cosas bastante bien. Ha ido bien, ha ido bien. Pues en mi caso ha ido bien. Estoy muy contento. Y lo bueno, de, decimos, de, de terminar con un buen sabor de goza. Sí, eh. sí, sí, sí. Yo sí. Si en mi caso y termino así con este tiempo y con el coche aquí abajo estaría muy contento. Que eh, el Renault ni un problema, ¿no? Nada, nada de nada. Nada. Esto es una maravilla. La verdad es que sí. Eh, ¿Va a terminar esta carrera, esta subida? ¿Va a al garaje? ¿Después cuando sale? El garaje hacemos revisión y lo preparamos para el Rally de Jerez, que prácticamente dentro de un mes. El coche sí estará en garaje y nosotros nos tocará entreno, porque como son diferentes tramos, hay que tomar notas, no se ha hecho nunca, y tomando nota para el siguiente rally. ¿eh? ¿Tienes ya algún conocimiento de lo que te vas a encontrar en ese Rally de Jerez? No, la verdad es que no, porque los tramos me han dicho que son... Muy complicado, son curvas estrechas, o sea, carretera estrecha que es lo que a mí me gusta, o sea que no me voy a sorprender. Pues nada, Esteban, te vamos a dejar porque ya mismo vas a comenzar pues a esta última manga. Eh, darte las gracias, en una buena por cómo ha ido todo y nada, disfruta. Que por cierto, en Jerez también vais, vais a ser elegidos los ubriqueños, ¿no? Sí, esperemos que sí, así llenamos una buena lista también en el rally. Bueno, sí. Nada, Esteban, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí estaba el piloto ubriqueño que, bueno, pues... Eh, Queda poco para que eh, tome eh, la salida. Vamos a ver si nosotros podemos, en este caso, eh, hablar con algún eh, eh, ubriqueño que eh, todavía eh, no haya tomado la salida. La verdad que ya hace un poco se va reduciendo esa, esa cantidad porque ya sabes que son los primeros en salir, los números más altos, en, en orden decreciente. ...lo que es eh, la salida y el, el tramo... ...ya incluso estamos viendo por algunas zonas ...que han que han desmontado... Eh, ...están desmontando algunas pues carpas ¿no?... ...por ejemplo la del coche cero... ...que la teníamos aquí por la zona de presalida... ...y finalmente vamos a ver si tenemos la ocasión... ...de hablar con eh, Javier Zaldívar... ...que lo teníamos pero es que está a punto de tomar eh, la salida... ...y por lo tanto nos va a ser imposible... Eh, hablar eh, con él. Eh, en este caso, por lo menos, solo para decirle, eh, Javier, hemos llegado un poco tarde, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo afronta? Porque está a punto de tomar la salida. Bien, bien, para terminar ya. Ya seguí con este ritmo y llegar el coso entero a casa. En líneas generales, ¿cómo ha ido la subida? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Perfecto, demasiado bien. Yo me espero mucho menos, y hoy he disfrutado, voy con buenas sensaciones, el coso nada malo es esto. Perfecto. Pues nada, pues dejamos porque vemos que está a punto... Eh, eh, ...quedan dos coches por delante para tomar la salida... ...mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Pues eh, el poco tiempo que hemos podido hablar... ...porque están montados en su vehículo... ...ya decimos en la zona de presalida... ...tan solo tres vehículos por delante... ...y bueno, al menos hemos tenido la ocasión... ...de cruzar unas pocas palabras... ...con el piloto briqueño. Juan Carlos, por aquí parece que ya... ...se complica eh, la situación... ...pues para poder hablar con los pilotos... ...están metidos en faena... In, ...intuyo que, en eh, lo que se refiere a los eh, pilotos del Nacional... ...pues ahora mismo están un poco más desahogados de tiempo, ¿no? Eh, sí, Jesús, la verdad es que es más complicado ya... Eh, ...estábamos viendo con qué pilotos rubriqueños todavía podíamos hablar... ...pero hace eh, difícil, eh, porque evidentemente son los primeros en tomar la salida... ...así que nos hemos metido ya más hacia adentro, en el parque de trabajo... ...y por ejemplo, pues tenemos por aquí a José Antonio Alonso... Eh, con su eh, espectacular La verdad es que lo habrán visto Todos los espectadores a lo largo del fin de semana Ese BMW Mini Rally eh, José Antonio, buenas tardes Buenas tardes Bueno, pues, ¿qué tal está yendo el fin de semana? Bueno, de momento creo que es muy bien Estamos muy contentos Ayer nos costidió un poco que la segunda manga no podíamos rodar Pero la verdad es que hoy nos estamos adaptando muy bien Estamos peleando de tú a tú con la gente de arriba En carrozaos Antes continué ...estamos relativamente cerca de los Mitsubisis... ...entonces creo que, bueno... ...mucho más con nuestro coche no se puede pedir tampoco. Pero lo cierto es que, bueno, estás dando espectáculo... ...y es uno de los coches que más... ...llama la atención a los espectadores... ...que más hacen referencia al, al respeto. ...eh, hablabas de, de ayer, ¿no?... ...de, de esas incidencias... ...eh, también con el tema de, de la lluvia, ¿no?... ...a última hora. Sí, a nosotros nos tocó salir con agua... ...de los coches que salimos con agua... ...fuimos los más rápidos, por delante de Fon Nari... ...y, y demás gente que, que es de los mejores en nacional... Creo que si lloviera, hubiera sido otro tema y hubiéramos estado mucho más arriba, pero bueno, en seco el coche tiene sus limitaciones, son dos ruedas motriz y creo que, bueno, estamos demostrando que, que con un coche pequeñito se puede estar arriba. Mm. Eh, y bueno, pues un fin de semana que ya decimos, eh, cara y cruz, ¿no?, en cuanto a la jornada ayer y, y hoy, y los pilotos que en muchos casos ya casi desechaban, siempre se compite, ¿no?, pero sabían que al fin y al cabo los tiempos a destacar iban a estar en las mangas de hoy, ¿eh? Sí, yo creo que ayer más o menos lo teníamos claro, porque para hoy daban previsión de sol, entonces como solo se retienen los dos mejores resultados, pues era casi obvio que iba que iba a ser el resultado de hoy. Y bueno, al final hoy hemos salido a jugárnoslo todo y de momento pues muy contentos y con buen resultado para casa. O pues Antonio, que eh, ¿Viene desde Lugo? Sí, desde Galicia. Sí, eh, bueno, estoy viendo, por ejemplo, dentro de lo llamativo que es el vehículo, además con la muralla ¿no? de, de Lugo, como patrimonio de, de la humanidad, eh, también haciendo promoción de tu tierra, ¿no? Sí, la verdad es que somos afortunados por tener patrocinadores tan buenos como como Cochols, que es una petrolera cubaita, como Muralla de Lugo, que es el Ayuntamiento de Lugo, la Diputación de Lugo. Creo que son, bueno, llevar la imagen de tu ciudad por toda España, pues es algo de lo que te sientes orgulloso. ¿Y con la intención de hacer todo el campeonato. Bueno, de momento en este pone no hemos podido estar porque no teníamos el coche terminado, aquí conseguimos llegar, afeitos estaremos y después iremos viendo un poco en función de cómo vaya surgiendo el año, pues intentaremos estar en todas, también queremos estar en alguna del gallego, así que vamos a ir paso a paso. Piloto gallego que, eh, desde fuera, eh, ¿cómo se ve la subida Ubrique? Entre los aficionados gallegos, por ejemplo, ¿se conoce la, la subida, Ubrique? Bueno, las subidas se conocen en toda España, yo creo, y la verdad es que desde Galicia, por lo menos mi impresión es que no me esperaba una subida tan repleta de gente, está increíblemente llena, o sea, es algo que hay que verlo para creértelo. La verdad que Se aprovecha no, hasta el último eh, rincón de todo el tramo. Ayer, a pesar del tiempo, bueno pues había bastante gente y hoy es increíble no cómo está todo el recorrido. Sí, ayer, a pesar de que el tiempo, bueno, llovió, pero llovía muy poquito, estaba muy llena y hoy ya por la mañana, cuando hemos bajado por aquí, estaba a reposar. Y cuando subes en el coche y luego bajas, es increíble la gente que hay. Es algo fantástico. Antonio, mucha suerte. Gracias. Gracias a disfrutar. ...que eh, como decimos de este tramo final de la carrera... Eh, ...fíjense, son opiniones que llegan... ...desde diferentes puntos de toda España... ...en este caso por ejemplo... Eh, ...ese piloto gallego José Antonio Alonso... ...con el BMW eh, Mini Rally... ...espectacular... Eh, ...que seguro que han podido contemplar... ...que les ha llamado la, la atención... ...nos vamos a quedar con más eh, pilotos... ...en este caso, bueno pues con otro de los tradicionales... Eh, ...de Ubrique sin duda... Como no es Manuel Maldonado... ...vamos a intentar conversar con él... Eh, ...unos instantes... ...Manuel con quien ya hablamos ...en la jornada de, de ayer... ...buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? ...y ayer nos comentaban, ¿no?... ...que eh, la presencia en Ubrique... ...desde luego es obligatoria... ...aunque no vas a hacer... Eh, ...el Campeonato de España este año, ¿no? ...sí, sí, bueno... ...Ubrique es un, ya sabéis... ...un sitio especial para mí... ...y, y de estar aquí todos los años... ...lo cierto es que falta... ...hay ausencia en este rincón, ¿eh?... eh ...digo, con respecto a otros años... Seguro que se hace notar, por ejemplo, la ausencia de Borreguero, digo, este año, ¿no? Sí, bueno, este año, y, y el pasado vino, pero tampoco sigo el campeonato. Pero sí, eh, nos echamos de menos, porque siempre tenemos este riconcillo los dos, le echamos de menos. Y es verdad que además sois de los habituales, creo que los, de los que tendréis más ediciones actualmente de, de esta subida de Brick, ¿eh? Sí, el viernes hablábamos la ceremonia de salida de que había participado en 23 ocasiones aquí. Bueno, pues, eh, Manuel, ¿cómo está desarrollándose el fin de semana? y la verdad es que con mucha incidencia, ¿no? Pues el tema de que no se pudo terminar eh, la manga de entreno la segunda, el tema de la lluvia última hora, eh, ¿cómo está yendo todo? Bueno, ayer se complicó todo, nosotros arrastramos un problema electrónico de, con el coche todo el fin de semana, que vamos de oído, no, no, no puedo ver nada, ni parámetros de, de montón, ni temperatura ni el, el cambio que llevo, que la, la velocidad que llevo, ni nada. Entonces es lo que voy a esto vida... Cuando meto primero, a segunda, tercera, toqué contando cuando reduzco sobre todo, que vamos marchas largas, quinta, sexta, igual tiene una de segunda, tienen, tengo que ir contando porque no no lo veo. Entonces, excepto ese problema que lo arrastramos desde ayer y esperamos solucionarlo para la semana que viene que tenemos un rally, pues hoy muy bien, ayer muy complicado con las condiciones del tiempo, porque además salimos con seco y nos pilló todo el agua justo ya en salida y lo pasamos fatal. Pero por lo demás, bien. A de todo, por ejemplo, hoy sí que veía que la manga de carrera, evidentemente, ¿no?, con un mejor tiempo y en esa zona alta de la Sí, bueno, eso es... Eh, más era la... claro, el, ahí es donde empezamos que podíamos estar. Lo que ocurre es que sí que es verdad que no podemos ir eh, al límite o tan afinados como en otras ocasiones, que, que voy de oída. Y eso, quieras que no, pues me, no, no, el cambio que me avisa el cuando tengo que cambiarle tampoco lo veo. Entonces, vamos vamos un poco, pero bueno, estamos cerca del récord nuestro de aquí, que pensaba que lo habíamos bajado, pero no, estamos en décima. Bien. Cierto que hablando de récord, Javi Villa, que ha hecho el récord de la prueba histórica eh, por unas bueno, prácticamente décimas, eh, pero ha conseguido imponerse a Andrés Vilariño, que lo tenía en 2.10, y, y bueno, pues también hace eh, reflejo un poco que ahora mismo sí que está el asfalto mejor, evidentemente, aparte de que con ese B53 está volando Villa. Sí, bueno, el asfalto está pues, algo peor, ¿eh? el asfalto tanto en salida como en la zona de arriba está muy bacheada, está algo peor, lo que pasa es que cada vez, pues por lo que sea, por los coches, por las condiciones de, de cada vehículo, no más tal, pues se corre más, no sé por qué, pero cada año vamos ahí bajando esa decimillas. Y bueno, ya parece que llevan coche nuevo este año y, y debe de mí. Refería un poco a la temperatura, no, que parece que a medida que avanza la jornada hoy eh, es mejor no para vosotros. Pero es cierto que ese eh, problema sí que lo estáis comentando el de baches eh, que se notan mucho más este año con respecto a años anteriores que se ha ido degradando el asfalto, ¿no? ¿eh? Sí, es normal, el asfalto si no se mantiene al final está muy bacheado y el, hay un par de zonas que se mueve mucho el coche por además son zonas de de, de quedando marcha y se nota se mueve mucho el coche anual tu opinión además muy autorizada para comparar con respecto a otras ediciones porque decíamos que eres de los pilotos que, eh, bueno, eres más veterano en esta prueba, te sorprende el número de espectadores que hay a lo largo de, del tramo, no sé cuántas miles de personas puede haber, pero me dicen que está todo colmado, sí, es impresionante de hecho, vi que siempre la gente se vuelca con la prueba, tanto hoy en la carrera como el viernes la el de Mono fue espectacular Yo no sé de dónde sale tantísima gente, pero en el, el tramo tailón de gente. Eh, que entra más gente aplaudiendo, gente que te que te anima y te gusta mucho porque es parte de lo bonito de la carrera, la afición. Pues como siempre un placer, Manuel, hablar contigo, una persona que además deja por todo alto siempre a nuestra localidad, a la subida Ubrique y siempre intenta estar presente aquí en nuestra localidad. Gracias, gracias a vosotros. Hablaremos como decimos de Manuel Maldonado, que eh bueno, pues se está preparándose también Para lo que eh, resta de esta jornada, la verdad es que por ahora, con un gran ritmo eh, de carrera, no sé si ahora mismo eh, se ha parado la competición o no, no eh, escucho motores de fondo. Eh, Jesús, no sé si tú tienes novedades por ahí. Sí, pues vamos tenemos por aquí con a José Antonio López Zombona, eh, esperando pues que dé comienzo ya o le den la, las órdenes para salir en la tercera Manga de carrera de la jornada de hoy, José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece ser que la segunda manga de carrera por fin se ha desarrollado dentro de la, de la normalidad, dentro del fin de semana que tenemos. si sí, hombre, alguna tenía que salir, ¿no? Esperemos que esta última también se desarrolle correctamente, sin ninguna incidencia y podamos acabar... Eh, pronto, que ya se nos está haciendo un poco tarde para la comida Pues Antonio, que de nuevo te vemos por ahí en la, en la zona alta peleando eh, lo cual nos recuerda tiempos pretéritos y la verdad que, que con cierta cierta nostalgia, eh, nos gusta ver a López Fonbona peleando por ahí y has estado muy cerquita ahora de adjudicarte esta manga, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que hay una lucha muy bonita Entre cuatro pilotos que estamos ahí en muy poco tiempo concentrados Y pues seguramente que esta manga eh, va a ser como es lógico la, la definitiva Vamos a ver cuál de nosotros se le da mejor Y esperemos estar lo más arriba posible En estos últimos años siempre recuerdo eh, A lo mejor situaciones muy parecidas Pero en la última manga es donde dabas el golpe definitivo ¿Es lo que hay que esperar ahora? Hombre, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si sale bien, pues a lo mejor tenemos esa suerte. Si no sale tan bien, pues habrá que conformarse. Lamborghini, estupendamente. ¿Tiene algún tipo de problema? No, no. Es una máquina muy buena. El coche es eh, estupendo. Quizás este tipo de prueba no sea el más idóneo para él pero bueno, se desenvuelve muy bien también aquí y la verdad que estamos muy contentos. La, la, la situación de poder competirle de tú a tú a los, a los Porsche, como decimos, en una prueba que no se le da bien, ya dice bastante, ¿no? Sí, sí, es un coche que tiene mucho potencial, eh, lo que pasa que, como te digo, aquí es difícil aplicar todo ese potencial a la carretera, pero bueno, nos vamos defendiendo. Todavía falta de esta última manga, eh, teniendo en cuenta lo que ha sido la subida, ¿te bajas contento de Ubriques? No, yo siempre, yo siempre que siempre vengo contento y siempre me voy contento, o sea que Urique para mí es un sitio de los escogidos y la verdad es que siempre es un placer poder estar aquí con vosotros. No, yo me refería, a, a pesar de las circunstancias de ayer de carrera, ¿no? eh, las propias de, de este deporte, eh, digamos que se va satisfecho con lo que esperaba encontrarte aquí en, en Urique. Sí, bueno, hay cosas que mejorar, obviamente Las organizaciones y la federación Yo creo que deben ahora meditar Un poquito sobre lo sucedido Y seguramente tomar alguna decisión eh, Ya les había comentado Yo que manejar tantos Coches en, con Seis mangas en un fin de semana pues Es muy difícil eh, O amplían horarios o restringen La cantidad, porque claro A nada que haya, aunque sean pequeños Incidentes, averías pues Cada vez es un retraso de 20% minutos, media hora, y en cuanto hay tres, pues estás cargado una manga, ya no hay tiempo para... Entonces, o empezamos antes y tenemos un más tiempo, o restringen el, el número. Me comentaba Daniel Ceán que, por ejemplo, en Falperra salen eh, la jornada del sábado muy temprano, a las 9 de la mañana. ¿Crees que eso podría, podría ser ap aplicable a, a pruebas como la de Ubrique? ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, no? Vamos, yo creo que no sería necesario salir tan temprano, Pero el sábado, que normalmente estamos aquí mirando todo el cielo, pues perfectamente podíamos salir a las 10, a las 11 de la mañana, y así ante cualquier incidente, pues hay horas de sobra para pa poder acabar la jornada del sábado, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad, claro. Sobre todo teniendo los, los antecedentes, ayer, el año pasado también ocurrió una cosa muy muy muy parecida, está claro que... Eh, ...ya no es fruto de la mala suerte de la casualidad, aquí se le puede, se detecta un defecto y se le puede dar arreglo, ¿no? Eso es, eso es, repito, entre federación y organizadores tienen que sentarse, tienen que ver lo que ha ocurrido... ...y tienen que ver eh, las formas de solucionarlo, que yo creo que por donde te ha apuntado se podría encontrar alguna vía de solución. Nada, José Antonio, desearle de toda la suerte del mundo en esta tercera manga, que estamos encantados de que un año más eh, eh, venga a Ubrí, que eres uno de los atractivos sin duda el que más éxito tiene entre los niños Y nada, que esperemos que siga siendo así por muchos años ¿eh? Ojalá que sí, que los niños lo vean Muchas gracias, suerte sí, claro. Pues esas eran las eh, palabras del campeón asturiano José Antonio López eh, Fonbona eh, Ahora parece que hay un pequeño parón también eh, Bueno, no, están saliendo los vehículos Estamos escuchando, hace poco se ha registrado una peque un pequeño parón Pero insistimos, eh, no se están alargando en el tiempo Cosa que... Eh, se agradece. Son las 2 y 20 minutos y, y creemos que todavía eh, falta pues casi la mitad de los vehículos en tomar la, la salida. Vamos a seguir por el parque de trabajo recabando esas últimas impresiones de los pilotos que en este caso van a estar ahí peleando por la victoria en esta manga de carrera. Te pasamos la conexión, Juan Carlos. Sí, pues por aquí, eh, caminando por el parque de, de trabajo, eh, por eh, bueno viendo lo, lo que son los eh, equipos eh, preparándose para, como decimos, bueno, pues en eh, los últimos eh, instantes antes de eh, tomar la, la salida, lo cierto es que todavía tranquilidad por aquí. Eh, y bueno, pues eh, vamos a eh, quedarnos con protagonistas, eh, por ejemplo... ...vamos a hablar con... Eh, ...si sí podemos... ...Jos Antonio... ...eh... ...azlar... ...vamos a conversar con él... ...durante unos eh, instantes... ...Jos Antonio... ...buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...no bueno, pues eh... ...hablamos de... ...iba a estar complicado... ...entre varios pilotos ahí... ...eh... El, ...ha estado fuera del podio... ...en esta manga de... ...de carrera anterior pero me imagino que con la intención de... de no, bueno, yo, yo no estoy fuera del podio, yo soy tercero en la manga de carrera. Tercero, perdón, perdón, exactamente. La verdad es que son mucho tiempo, pero bueno, digo que de todas maneras con la intención de eh, disputárselo por el ser complicado a y, a y a Pompona, los dos primeros. Bueno, ellos están en una guerra que yo ahí no voy a entrar seguramente. Eh, mi guerra está con Gerard de la Casa. Eh, le hemos ganado por seis décimas antes y ahora vamos a intentar ganar otra vez. Y para nosotros aquí, teniendo en cuenta los dos coches que tenemos delante, que son bastante más potentes que el Porsche nuestro, un tercero aquí para nosotros es una victoria. De, y también hay que tener en cuenta que el, el, el único piloto que tenemos en la clasificación general de Campeonato de España delante de nosotros es Gerard, que ahora mismo lo tenemos detrás. Entonces, eh, nosotros no miramos solo a una carrera, miramos al campeonato y creo que ahora mismo estamos muy bien posicionados y estamos en la posición que nos corresponde por coche y por todo, entonces estamos muy contentos... ...y vamos a intentar mantener esa tercera posición... ...de podio que tenemos. La verdad es que confundía con la manga de, de también ...hace ya muchas, muchas mangas, pero... ...es cierto de todas maneras sí que estás ahí metido... ...eh, arriba y como tú decías... ...teniendo en cuenta que Fombón además no va a disputar el campeonato... llegar de la Casa, que sí que llega líder, pero... ...incluso estás delante de él, ¿no? ...ahora mismo. Sí, es lo que te digo, yo ahora mismo mi, mi mayor objetivo... ...es quedar por delante de Gerard de la Casa... ...nosotros si quedamos aquí tercero... ...y quedamos delante de Gerard de la Casa para nosotros esto es una posición muy buena. Entonces, eh, ya te digo, Fumbona tiene un coche muy superior al nuestro, eh, Jensen también tiene un coche con más de 100 caballos más que el nuestro y creo que la posición donde estamos y los tiempos donde estamos para nosotros son válidos y lo que tenemos que hacer es mantener esa tercera posición que para nosotros de cara al campeonato es muy importante. Además, la metodología, la verdad es que Digo, no es la más propicia para lo, para lo que se había previsto, por eso traíste además el Porsche, eh, porque está claro que el, la Ginetta eh, en estas condiciones pues eh, también dirá mucho mejor, claro. Hombre, claro, la de Ginetta aquí hubiera sido superior, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos lo que tenemos y tenemos que pelear, por eso te digo que esta tercera posición, si logramos mantenerla, para nosotros no pasa a saber a victoria, porque con este coche estar aquí tercero delante del World Ya te digo que es una posición muy buena para nosotros, entonces estamos centrados en eso, hemos intentado mejorar un poco el reglaje ahora, si funciona creo que podemos bajar ese tiempo que hemos hecho y bueno, pues si al final estamos en el podio, ya te digo, para nosotros muy contentos. Además fuiste segundo en este Pona, ¿eh? eh, así que bueno, viendo, dependiendo de la clasificación podrías situarte ahí en, el, en lo alto de la tabla del campeonato, ¿no? Pues sí, ya te digo, inclusive a lo mejor podemos salir a estas líderes de aquí, no lo sabemos. Pero todavía queda media carrera por disputar, tenemos el 50%, queda el otro 50%. Hay que estar centrados, con la cabeza fría y hacer las cosas bien. Y luego los tiempos, ya el cronómetro lo no será el que dicta la sentencia. hablamos antes con, Fonbona, con López Fonbona y también hablábamos de, de ese tema organizativo, de la gran cantidad de, de coches y créditos participantes que hay, lo que aumenta la posibilidad de incidencias. ...y cuestiones derivadas como puede ser la suspensión... ...por ejemplo, ayer de esa manga de, de entrenos, ¿no? Bueno, yo creo que la subida de Brite ha llegado el momento... ...de que se replanteen un poco eh, el tema organizativo... ...porque si no, puede morir en su propio... ...ahogar en su propio éxito, ¿no? 110 coches, ahora mismo con el, con el programa que tiene... ...y los horarios que tienen, son demasiados coches... ...para meterlos en 24 horas... ...y entonces eso lo tienen que mirárselo... ...y eso lo tienen que reprogramar de otra manera... ...porque no podemos estar todos los años viniendo aquí y suspendiendo manga y la gente viniendo a correr desde la otra punta de España y que no corra. Eso es inadmisible y eso se lo, ha, se lo tienen que hacer mirar y organizarlo de una manera que sea viable y que si tienen que limitar los coches tendrán que limitarlo o si tienen que ampliar el horario tendrán que ampliarlo. No soy yo quien tiene que decir cómo lo tienen que hacer, pero sí se lo tienen que mirar la organización y tienen que ver que eh, las carreras se tienen que desarrollar con seis mangas y eso es algo que tienen que buscarle la viabilidad a ellos mismos. Y bueno, es que es un récord en cuanto a participación, además, en comparación con otras eh, subidas del campeonato, donde la habitual a lo mejor son 70 eh, vehículos, cosas así. Sí, pero ya digo que no se tiene que obsesionar con la cantidad de inscritos, porque si se obsesionan con la cantidad de inscrito y luego la carrera no se luce como se tiene que lucir, no se desarrolla como se tiene que desarrollar y la mitad de la gente se va descontenta, Pues al final no estamos consiguiendo nada, no estamos haciendo nada contraer a mucha gente para que corra y que luego no corra. Hay que buscar el equilibrio y el término medio, que la gente que venga, que se vaya contenta, que haga sus seis mangas... ...y que la carrera se desarrolle sin incidentes y sin problemas. Y entonces, cosas que están haciendo ahora en la manga de carrera, como dejar los coches fuera de la trazada... ...eso también lo podrían haber aplicado en los entrenamientos, que es mucho más fácil de hacer. Y no estás perdiendo el tiempo para que luego no podamos hacer las mangas de entrenamiento y tengamos que estar luego saliendo tarde con la consiguiente lluvia y con los consiguientes problemas que se ocasionaron. Entonces, ya digo, creo que es el momento de pararse un poco, mirar dónde se ha fallado y tomar medidas para que el próximo año esta carrera siga siendo lo que ha sido siempre un ejemplo y un sitio y un fin de semana donde venir a pasarlo bien y divertirse y no venir aquí hasta el escaparate todo el día para correr una manga y luego correr otra manga por la tarde casi ya en unas condiciones inaceptables. Bueno, pues eh, queda ahí también esa reflexión que hay que analizar, por supuesto, por parte de José Antonio Aznar, que bueno, pues llega la última manga, muchísima suerte, porque ya sí, más puede salir de aquí de Dubrique, en lo alto de la clasificación del Campeonato de España, así que mucha suerte. Muchísimas gracias, un saludo. A palabras de José Antonio Aznar, y bueno, pues eh, por aquí con muchísimo movimiento, como van a imaginar, eh, Jesús rápidamente, no sé si te encuentras con pilotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, pues sí, Juan Carlos, pues como comenta estamos eh, aquí con eh, los eh, protagonistas y vamos a hablar pues con el junior, el único junior eh, que tenemos eh, este año aquí en Ubrique, eh, en este caso hablamos con Gonzalo Cabaña. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Con 16 añitos metido en un meollo como este. ¿eh? Sí, aquí estamos que la federación nos ha dejado participar a los menores de edad a partir de 16 y sin carnet de conducir claramente. ...y pues es una oportunidad para salir de los circuitos, de car, de coche y tal... Bueno, ¿y cómo se está desarrollando el fin de semana para ti entonces? Pues eh, ayer fue un día más loco con el tema de la lluvia... ...que si seco, mojado, las ruedas no sabíamos qué hacer... ...pero estuvo muy bien, eh, salimos a los primeros entrenamientos... ...e hicimos un tiempo bueno porque nosotros estamos buscando... ...que yo aprenda bien el coche para las próximas pruebas y nada pues salimos poquito a poco hicimos un buen tiempo luego en agua bajamos ese tiempo porque el primero fue en seco pero nada lo bajamos muy poco estuvo fenomenal y ya hoy pues también estamos muy contentos no hemos podido salir a primera a los primeros asentamientos de hoy porque hemos tenido un problema electrónico de el, y nada pero la primera carrera estamos subido y estamos muy contentos y ahora la tercera manga definitiva eh, ¿qué, ¿Qué puedes dar? Pues se puede dar un poquito más de sí todavía, todavía queremos... Es que lo que más buscamos ahora mismo es aprenderme bien el coche, el trazado y aprender. Un rápido, ¿no? Después, como sí. lo dices, de, de venir del circuito, porque tú vienes de los, de los del karting. Yo vengo del karting y luego pasé a dos circuitos con un Citroën AX y... Y ahora estoy corriendo la Copa Aigo de circuitos y el Campeonato de España de montaña con el CM de talex Claro, y es realmente lógico que la conducción del talex y la del turismo no tiene nada que ver. ¿no? Nada, nada, nada. Y ni la conducción del coche, ni los trazados. Bueno, los trazados se pueden asemejar un poquito, pero no tienen nada que ver. Son dos mundos totalmente diferentes, tanto de espectáculo, de gente que viene a verlo, como de coche, como de, de todo. Uh -huh. Y... No si tuviese que elegir uno, estoy 50%, 50% todavía, hay que decantarse. Oye Gonzalo, que es tu primera vez obviamente aquí en Ubrique, ¿qué te ha parecido? Es espectacular, la afición que hay me he quedado impresionado, el trazado, la subida es preciosa, con la, hay la subida con todo el pedrizal que hay, es que impresionante ver a la gente por la montaña, subida, mirando, aplaudiendo y el pueblo es precioso, no, no, no se puede pedir más. Digamos que es la modalidad más parecida a un circuito, que prácticamente estamos hablando de un trazado cerrado, que es un circuito, pero al aire libre, sí. podríamos decir, ¿no? Sí, sí, es un trazado, eh, las curvas se pueden tomar igual que un circuito, y eh, la única diferencia es que no vuelvo a hacer lo mismo como en el circuito, una vuelta tras otra, sino que se sube y ya está. Pero sí, se pueden asemejar, y más en este coche, que es lo que más se parece a un car, Y esto ahora mismo de sensaciones y todo eso es lo que más se más asemeja al CAR cuando yo estaba allí. Así que impresionante. Gonzalo, que eh, eh, así en general, que planes tienes para este 2018? Eh, ¿Alternar circuitos entonces con, con, con el Campeonato de España? Sí, sí. Por ahora lo que queremos hacer es correr acabar el Campeonato de España, de montaña ganarlo y luego en la AIGO ir haciendo pruebas, las que podamos, las que no nos coincidan con el campeonato de España de este campeonato y nada, intentar ganar también alguna prueba en la AIGO y haré alguna prueba el campeonato de de turismo allí, allí en Madrid, en el Jarama Gonzalo, nos comentaba Manuel Aviño que bueno, uno de los motivos que la ha traído Brique ha sido verte directamente Sí, sí, he estado con él y no sé, es que no puedo estar más agradecido tanto a la federación, a él, a los comisarios, a todo lo que lo organizan y no sé, estoy súper contento, la verdad, porque ellos hayan apostado por los jóvenes, que yo creo que es lo más importante para que podamos aprender e ir pasando y... Pues no, es que no se puede pedir más a la federación. Por ahora lo ha hecho fenomenal. Claro, porque nos comentaba tu compañero que, eh, bueno, una vez que terminas tú en lo que es la competición del karting, ahí hay un salto de edad, ¿no? Eh, que no se permite o no se permitía correr a, a los pilotos y, y se corta eh, de manera brusca esa progresión porque la único alternativa que te quedaría sería el, el circuito, ¿no? Sí, claro. Nosotros cuando pasamos de los karts... Ya veíamos que no podíamos hacer rally, ni subidas, ¿sí? y estábamos obligados a circuito a coger un coche y hacer carreras sueltas o algún campeonato, pero no teníamos nada más. Y gracias a esto, pues, aparte de los circuitos, podemos estar aquí. Y, joder, no, no, ya no han tenido la hace el año pasado mismamente, Y a partir de este año sí y yo creo que yo espero que se apunten más chavales como yo Pues nosotros también lo esperamos, Gonzalo, muchas gracias. Eh, nos satisface mucho que eh, bueno, estés disfrutando de este fin de semana sí. aquí en Ubrique. Ah, esperamos que repitas, ¿eh? Vale, muchas gracias, seguro muchas gracias. que se repite. Y mucha suerte para esta última mañana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues ahí estaban las palabras del piloto madrileño de 16 años, ya decimos. Necesito una autorización especial para poder competir aquí en Ubrique, que es una de las cosas que le eh, ha permitido la Federación Española este año y como él dice, esperemos que no sea el primero y que sean... Muchos más pilotos los que poco a poco se vayan animando eh, pues ahora aquí parece que está la cosa un poco parada no sabemos si hay un ha habido una cualquier incidente que eh, haya parado la carrera eh, juan carlos yo no sé si tú por ahí eh, tienes la oportunidad o estás cerca de, de algún protagonista pues eh, sigamos sí, a intentarlo eh, por aquí vemos a ja eh, villa eh, está conversando aquí con juan eh, varias personas, eh, y bueno, pues está eh, sobre todo con algún compañero, con algún piloto, eh, bueno, pues eh, apuntando distintos aspectos sobre la, la subida. Ya sabemos que ha tenido que ocurrir algo porque eh, los motores no se escuchan, no, estamos lejos de la línea de salida, como podrán imaginar, eh, aquí metidos eh, en plena recta de, de HiperSol, donde nos vamos moviendo para poder conversar con los distintos eh, pilotos, y bueno, pues eh, alguna incidencia ha tenido que acontecer porque ya decimos que Eh, ...se ha parado eh, en estos instantes la, la prueba... deberemos acercarnos enseguida para eh, llevarles eh, lo, lo ocurrido... ...por aquí además eh, lo que vamos viendo es como los eh, mecánicos... ...los integrantes de los equipos incluso pues ya van recogiendo... ...en muchos casos eh, una vez que sus eh, vehículos... ...pues han eh, tomado eh, la recta antes de tomar la, eh, la salida... Y como decimos, bueno, pues eh, a la espera de conocer cuáles son esas incidencias que han hecho que eh, se pare, no sabemos si solo unos instantes la, eh, la carrera. Lo cierto es que, eh, bueno, pues se están dando marcha atrás incluso algún eh, coche, eh, puesto que, bueno, eh, no les queda otra, eh, mejor que quedarse parados en ese eh, trayecto, bueno, pues eh, se acercan a hacia sus eh, asistencias. Vamos a intentar conversar con algunos de eh, esos eh, pilotos eh, y, bueno, pues como decimos, eh, ahora mismo sobre todo por aquí en torno a eh, lo que es el eh, equipo de, de Javi Villa, donde todo estaba la verdad, que bastante eh, tranquilo eh, a la espera de, de que, bueno, pues eh, les den ya eh, la señal de que tienen que tomar las la heridas. La verdad es que se han quedado en el camino tanto Humberto Janssen Volvemos, por ejemplo, a, a lo lejos eh, como, eh, bueno, pues también José Antonio a eh, hablar, eh, se han quedado justo en esos últimos eh, instantes, antes de eh, tomar la eh, línea de, de salida es algo que suele ocurrir y lo que más eh, intentan evitar en cada uno de los eh, equipos, que los vehículos se queden fuera de esos distintos están eh, esos puntos eh, que ocupan ...los eh, distintos eh, participantes y como decimos eh, ahora mismo eh, por aquí transitando rápidamente... ...a ver si podemos conversar con eh, por ejemplo Humberto Jansen que tiene la, la puerta abierta... ...está bueno pues eh, justo eh, dentro del eh, vehículo Humberto no sé si un instante solo... Vamos a intentar lo que sea, si si te parece simplemente para darte la la enhorabuena por la manga anterior de de carrera, eh la verdad es que eh ha volado, ha volado y bueno, un gran tiempo, ¿no? Sí, el tiempo ha sido grande, ¿no? Me faltan 2 segundos. ¿Todavía crees que puedes imprimir un poco más, ¿no? No, no, yo no creo, intentaremos pero no creo que se pueda hacer, mejor. sé. Cómo Incluso no lo vamos a intentar. Siempre, ¿no? Sí, sí, sí siempre, siempre. Y ahora mismo la verdad es que parado, es eh, justo esto es lo que intentáis siempre evitar, ¿no? que os coja eh, entre el vuestro eh, lugar que ocupa vuestro equipo hasta la línea de salida. ¿no? Sí, porque eso a mí por lo menos me desconcentra y, y el calor que meter coche no está muy cómodo cuando estás parado. La verdad es que con el casco, con el mono y veíamos con las puertas abiertas, es único que se puede hacer para intentar evitar este calor, ¿no? Sí, cuando tenga un presupuesto más alto pondré aire acondicionado. <risa> bueno, pues todo, todo se, se llevará, ya no, <risa> me lo intentaremos. <risa> bueno, ese es difícil y, y ya decimos justo, Humberto ha tenido más suerte en ese sentido, Aznar también le, le sigue y bueno, pues esperemos que esto dure poco. Humberto, que muchísima suerte eh, para bueno afrontar lo que ya el tramo definitivo de esta subida. Muchas gracias. A ti. Pues agradecemos a Humberto Janssen, ya decimos que desde esa ubicación que ahora mismo eh, ocupa, eh, también, eh, José Antonio, eh, hablar pues, eh, preparado y lo cierto es que les ha acogido justo unos metros antes de cómo decimos afrontar los eh, instantes iniciales antes de la eh, puesta en marcha de, de la manga de, de carrera. Así que, todo por aquí parado, Jesús, no sé si tienes por ahí protagonista. Pues eh, vamos a intentar a ver si podemos brevemente, eh, aunque ya está montado en su vehículo, pero sobre todo para, para sensaciones de la segunda manga y cómo se presenta la tercera con Joseba Iraola. Joseba, buenas tardes otra vez. Buenas. Que la segunda manga esta de, eh, de carrera, la que se ha disfrutado hace un instante, pues te hemos visto eh, de nuevo a, a, a Máximo y supongo que muy contento porque han marcado un auténtico tiempazo, ¿no? Sí, la verdad que ahora cuando va todo bien y el coche acelera, como tiene que acelerar y todo, ...pues llegas arriba y te quedas con los deberes hechos a gusto, la verdad, sí. Supongo que ya un poquito más contento, ¿no? Sí, sí, sí, cambia, cambia. El fin de semana empezó mal, pero a ver si acabamos ahora... ...mantenemos un segundo puesto que está muy bien, bastante cerca de Javi y, y muy contentos, sí. Oye, ese tiempo creo que ha sido 2.14, si no me equivoco. ¿Es todavía posible de bajar? ¿Cómo está normal? No lo sé. Vamos a intentar quitarle un segundo con algo o así... ...pero el problema es que ahora la carretera se ve que ha... ...pues el invierno malo y tal... ...y en la recta hay dos baches muy fuertes que no me deja... ...no me deja hacer a fondo, entonces... ...eso es lo que me está... No, ...la punta, no no tenemos mucha velocidad punta porque... ...no me atrevo a dar fondo a esos dos baches. ¿Te refieres a la, a la recta justo que viene después de la gasolinera, no? Sí, bueno, un poco más arriba, sí... el mitad del trazado más o menos, sí... ...pero bien. Pues nada, pues eh, esperemos que puedas exprimirlo al máximo... ...en esta, en esta última manga... ...que encantado de haberte tenido por aquí por Urique... Eh, ...deseamos que vuelvas a repetir... ...y sobre todo que esta temporada pues que... Eh, ...que se inicie aquí digamos ya la, la, la marcha... ...y que vaya todo bien ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, pues eh, dejamos al eh, piloto vasco... ...que como decimos ya estaba montado ahí en su norma... ...y, y vamos a, a movernos... ...vamos a seguir moviéndonos por este tramo... ...pues ya pues eh, en principio para... Eh, ...tener conocimiento de lo que ha pasado... ...en lo que se refiere a este parón... ...ahora mismo, como bien comentaba... ...nuestro compañero Juan Carlos... ...ya los vehículos que han tenido la suerte de salir... ...vemos cómo los equipos están desmontando... ...para salir lo antes eh, posible... ...con... Eh, eh, ...pues... Eh, ...de nuestra localidad... ...ya que se, se está retrasando la prueba... ...y con este parón pues mucho más... ...son las eh, 3 eh, menos 20... ...y como decimos... ...bueno, pues... Eh, ...a esta hora según lo, los pronósticos antes de lo que o lo que se planteaba de un inicio hasta ahora ya tendría que haber terminado la prueba pues vamos a ver porque eh, por lo que podemos observar todavía sobre una treintena de, de vehículos eh, tendrán que tomar la salida ahora aquí pues pasamos por esta zona del parque de trabajo donde eh, se eh, observa pues Eh, ...sorprendentemente silencio... ...hace unos instantes... ...hace un rugir... De, ...de motores... ...de ruido... ...un vivero digamos... ...de... ...de, de todas... Eh, ...lo que... ...encierra una prueba de carrera... ...y ahora mismo se ve aquí... ...una... ...una peculiar... ...calma... ...una peculiar calma... ...en esta... Eh, ...vigésimo subida... ...vigésimo tercera subida... ...insistimos... ...estamos a la espera ya de cerrar... ...lo que es la prueba... ...en torno a una treintena de pilotos... ...que quedan por tomar la salida... ...pero precisamente... Esa treintena son los favoritos, son los que van a pelear ahí por la victoria en esta tercera eh, y última manga de carrera de la subida, Urique. Lo vamos a acercar, como decimos, a, hasta la a zona de salida para eh, tener conocimiento exactamente de lo que ha ocurrido, de lo que ha provocado este parón. Esperemos que no haya sido eh, nada grave. Y, mientras tanto, pues vamos a devolver la conexión Eh, a nuestro compañero Juan Carlos Que no sé si está por ahí En el parque de trabajo con algún protagonista O si no, pues ya la devolveríamos eh, Mientras se reactiva la cosa A los estudios centrales Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues eh, nosotros por aquí eh, Junto a Mario Asenjo Por ejemplo en eh, Uno de los pilotos eh, Pero también en este caso con su abuelo, ¿verdad? Eh, antonio antonio Asenjo eh, El propio piloto ahora mismo Está echándonos una fotografía de recuerdo, pues, bueno, por un poco comprobar en la, o tener el recuerdo de, de esta entrevista que vamos a hacer, porque también es interesante ver eh, cómo los familiares van acompañando a los distintos pilotos. Antonio, ¿viene usted nada menos que desde Santander? Sí, mil kilómetros solamente. Me preguntaba usted anteriormente por un tipo de queso que es muy conocido, que estaba muy bueno, eh, se preguntaba por los quesos para ¿no? Para yo, yo, sí, sí, que eh, sabemos que son buenísimos y mi hijo que tengo en Santander, y a ver si encuentras por en la tienda para poder... ...que lo traiga hasta acá... ...pero como estamos aquí tan ya con este tema... ...pues no nos da tiempo a todo ...pero pues hemos hecho la indicación oportuna... ...para que Antonio... Se, ...se pueda llevar eh, ese, ese queso... ...y bueno pues eso da una idea... ...en Ajá. general ¿no?... ...de que se conoce la, la zona... ...digo por la subida a Ubrique... ...por sus productos como los quesos por ejemplo... Eh, ...son eh, conocidas la Sierra de Cádiz... ...por ejemplo allí en Santa ...sí, sí, sí, mucho, mucho... ...además con eh, Ubrique... Todo esto, ...yo he estado aquí más veces... ...y por las pieles... ...estado en tiendas de piel y hierro... ...y no, no, es un pueblo bonito... ...es es distinto acá a de Cantabria... ...¿me entiendes?... ...esto es todo muy junto ...y muy blanco... ...y muy bonito... ...o sea que... Y, muy, ...y considero que muy buena gente... ...solamente... ...el único problema que hay aquí... ...es que los que nos vengan este rally... Eh, ...les falta más rapidez... ...¿me entiendes?... ...es que quedan un poco lentos... ...es lo único que les falta... ...pero pues ya lo saben... ...que se ponen las pilas en ese sentido... Eh, Antonio que viene con su hijo y con su nieto, como decimos, piloto eh, Mario Asenjo. ¿Cómo lo está haciendo Mario? Muy bien, muy bien. Muy bien. Le va acompañando a lo largo del campeonato en distintas pruebas. No, es que la primera que corre con este coche. Mmm. Uh -huh. Él estaba corriendo unos karts y esto corriendo también en los circuitos, los circuitos por ahí en Jarama, pero la primera vez que monta en coche de esto, ahora, en esta carrera. No, yo he seguido nunca en ninguno de estos. Yo giro que muy orgulloso, ¿no? De eh, su nieto, muchísimo. Y, y como, bueno, es un reflejo un poco eh, de lo que vemos en otros equipos, ¿no? Sobre todo un buen número de familiares con, con los pilotos, ¿no? Hombre, pues sí, la, yo una acompaño desde que tiene ocho años, que ya ha estado corriendo un kartis para España y eso, y desde niño, siempre con el pato así para adelante. ya sabéis, aquí sufriendo un poco, porque un poco. Aquí además en familia, porque eh, os vemos, ¿no?, que en la medida de lo posible os ayudáis entre, entre vosotros y ocupando espacios comunes, ¿no? Estamos aquí con Jesús y con todos los compañeros de mecánicos y los de Michelin y demás. y no Es un equipo, es gente muy buena. Esa prenda que la gusta estar con ellos. Solamente que les falta que traigan sí, de fría, Lo demás, todo bueno. <risa> Pero pues que se lo apunte, ¿no? Eh, vaya compañeros por cierto, que eh, se ha buscado Mario, ¿no? Eh, tiene aquí a, a los líderes de en la categoría 1 y 2, Javi Villa y Gariscoid. Así que... Aquí mejores, está aquí de compañero... De está coleando con los mejores. Sí. A ver si le enseñan algo, para que aprenda un poco más. Es joven, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía no ha ido a la mili. <risa> Solo tiene 20 años. Pues, eh, Antonio, que es un placer eh, y que nos alegra, además, hablar con, con lo que es un reflejo de, de cómo es esta subida, ¿no? Un eh, plan familiar y con muchas eh, personas que con diferentes edades, diferentes generaciones disfrutan del automovilismo. Muy bonita y, y negocio toda la eh, que la tenía que hay aquí. ¿Te esperaba tanta gente por no, el tramo, no, porque en Cantabria, o sea, en el norte de España ah, hay mucha, mucha afición a los rallies y a todo esto de montaña. Y digo, pero aquí yo no pensé que había tantísimo, me ha sorprendido, por supuesto. Pues eh, Mario, eh, el piloto no está grabando por aquí esta entrevista. Mario, ¿qué decir de, de tu abuelo? Eh, ¿Vienes bien acompañado, eh? Que hay Muy buenas. Nada, vengo aquí como vamos, parece que me trae a casa a a Uri que como quien dice, no Con tu padre y con tu abuelo, eh, con mi padre y con mi abuelo y con con May, un amiguete que tenemos allí en Cantabria, y que viene, va a empezar a venir con nuestras carreras, para echarnos una mano y eso, o sea que, muy bien. Un ambiente para disfrutar en definitiva, pero hemos visto que, bueno, intentando disputar en la medida de lo posible, ¿no?, eh, las marcas anteriores, ¿no? Sí, la verdad es que para nada me lo esperaba, es mi primer fin de semana en montaña y sobre todo con GM, no me esperaba estos buenos resultados que estoy obteniendo y... Nada, sobre todo mucha calma, no tener ningún susto para de cara al resto de temporada ir, ir tranquilo y, y poder seguir progresando. Mario, para las personas que nos escuchan aquí de, de Ubrique, que están acostumbrados ya a vivir la, la subida, ¿qué le comentarías? Por ejemplo, desde la visión desde Santander, eh, ¿qué supone la, la subida de Ubrique? Eh, ¿Es un evento destacado para el automovilismo? Hombre, pues yo ahora mismo tengo el Facebook a reventar, ...tengo a toda la, la gente en Cantabria... ...venga a preguntar, a mandar mensajes... ...para, para el norte de España... ...el automovilismo... ...de los rallies, la montaña... Es, es, ...es lo más, entonces... ...una prueba nacional como es como es esto... ...que, que hay muchísima gente... ...hay 20.000 personas viéndolo desde las cunetas... Es, ...es una pasada... ...aquí ya sabes que eh, esto supone el corte de carretera... ...para toda la población... Hay personas que pueden no gustarle, hombre, y en definitiva, eh, bueno, pues eh, son incidencia que eh, puede que haya personas que sean detractores de, de la prueba y mucho, muchas otras que todo lo contrario. ¿Qué le dirías? Eh, por ejemplo, para la promoción de ubrique ¿crees que la, la subida eh, llega a muchos sitios? Hombre, sí, sí, claro que llega. En España se, se extiende, o sea, todo, tiene gente, pilotos de fuera a correr y... Hombre, comprendo también a la gente que le pueda molestar, pues eso, el hecho de tener las carreteras cortadas, pero bueno, también tiene sus ventajas, traes gente de fuera, lo tienes los restaurantes llenos, los hoteles, la gasolinera, le das la vidilla al pueblo que igual a lo largo del año le puede llegar a faltar, ¿no? Pues ahí está la visión que nos pueden ofrecer eh, piloto y abuelo en este caso, Mario y Antonio, Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya decimos, por ofrecernos una visión que no es la misma que podamos tener aquí, ¿no? Lo tenemos cada año y quizás a veces no, no sabemos, ¿no? Eh, valorar lo que está eh, subido Ubrique. Mario, que mucha suerte ahora en los próximos minutos y, y Antonio, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado eh, aquí en, en directo, en Radio Ubrique. Muchas gracias a vosotros, sí. Gracias. No, vamos si, a ver si vamos por ahí. Por ahí, venga. Muchas gracias. Gracias, Mario. Mucha suerte. Bueno, pues, eh, como decimos, la, las palabras de eh, lo que es un reflejo de lo que podemos ver en esta subida -Sub jurídica, cómo se vive en familia, y, bueno, pues, eh, en este caso, eh, desde Santander, esa visión, cuando, por cierto, eh, seguimos viendo que la carrera sigue eh, parada, no sabemos si, eh, bueno, pues, eh, en este caso, Jesús tiene... Eh, ...novedades sobre lo que ocurre... ...¿qué tipo de incidencias? ¿Incidencias? Pues eh, en este caso Juan Carlos... La, ...la carrera ya se ha reanudado... ...ya están saliendo los vehículos... ...hemos eh, tenido conocimiento... ...del motivo por el cual... ...ha estado parada... Eh, ...la prueba en los últimos minutos... ...si es que ha habido... Una, ...un accidente nos comentan... ...sin mayor consecuencia... ...pero... ...el vehículo ha soltado aceite... ...por lo tanto... ...el tiempo que hemos estado esperando... ...era el que han necesitado... ...pues los componentes del puesto de bandera de, para limpiar esa mancha de aceite... ...ya saben, es de, lo, de las peores cosas que puede ocurrir eh, en una prueba automovilística... ...porque hay que limpiarlo sí o sí, y eso es lo que se ha empleado este tiempo... ...pero ya podemos decir que se ha reanudado y que esperemos que no haya más paradas... Eh, ...tirando sobre todo de, de lista de inscritos y viendo los eh, vehículos que van a tomar ahora la salida... Eh, se supone que va a ser más ágil ya son vehículos más potentes vehículos que tienen pues eh, eh, unas eh, monturas eh, más competitivas que también tienen obviamente más eh, presupuesto y por lo tanto toda una infraestructura que rodea a la, a la carrera y que eh, les permite pues eh, tener esos vehículos como decirlo tan tan competitivos. Ahora mismo, por ejemplo, eh, aquí delante, en la zona de presalida en la que nos encontramos nosotros, eh, está a punto de salir José Antonio Sánchez con BMW eh, 3281. No es ese que escuchan, es el, el siguiente que está por aquí. Y bueno, y por ejemplo, tenemos ya a Manuel Moreno, el, el piloto de Algar. También eh, tenemos eh, tras él, en este caso, a... ...José Antonio Ortigosa... A ...José Antonio Alonso... ...con el que antes hemos podido intercambiar algunas eh, palabras... ...es decir, que ya en sentido decreciente... ...y en muy breve tiempo... ...va a hacer... Eh, ...su uh, salida, va a proceder a su salida... ...los eh, coches, los vehículos... ...que eh, se están jugando... ...ahora mismo esta tercera manga... ...o se van a jugar esta tercera manga de carrera... ...de la subida que comentar. ...que lo van a hacer los turismos... ...en primer lugar... ...los CM de promoción... ...los CM Promo... ...tras... Eh, ...digamos... Eh, ...en este caso... ...los últimos turismos... Eh, ...hablamos de Fonbona... ...Aznar, Hansen y de la casa... ...que eh, final... Eh, ...pues... Eh, ...finalmente son los... Eh, ...pilotos que... Eh, ...se supone... Eh, ...que van a... ...si siguen todos el campeonato de España... ...van a pelear por el título nacional... ...y en este caso al menos... ...por esta tercera manga... ...por ejemplo... ...para que nos hagamos eh, una idea de lo que le queda ya... A, ...a la prueba... tenemos justo delante de nosotros... ...el Lamborghini de José Antonio López eh, Fonbona... Eh, ...y eh, se pueden imaginar por lo tanto que... Eh, ...van a ser de los últimos... Eh, o, ...o suele ser de los últimos turismos... ...en tomar eh, la, la salida... Eh, ...a estas horas pues... Eh, ...como se pueden imaginar ya es muy complicado... Eh, ...recabar impresiones... ...de los eh, protagonistas... Eh, todos los pilotos se encuentran ahora mismo dentro de sus vehículos ya dispuestos y prestos a afrontar lo que por fin va a ser la última manga de carrera decimos por fin porque insistimos se lleva a cierto retraso y ahora escuchamos el coche eh, de seguridad eh, imaginamos que habrá habido otro pequeño percance lo que se traducirá en un nuevo eh, parón en una nueva, esperemos que no sea demasiado y que se pueda reanudar la competición lo antes lo antes posible. En este caso eh hay un vehículo allí en la zona de eh salida al que pues eh la, no le permiten salir hasta que no se conozca realmente qué es lo que lo que ha ocurrido. Pues eh, seguimos por aquí por la zona de salida vamos a intentar enseguida averiguar cuál ha sido el motivo de la salida del coche de seguridad. Juan Carlos eh Como decimos, no sé si ya eh, tienes por allí cerca algún piloto ya están todos montados en sus vehículos y se complica el recabar esas últimas impresiones antes de la tercera manga de carrera. Vamos a eh, intentar hablar con Garcoy Flores, eh, que se estaba preparando justo para eh, meterse en el coche, pero le comentábamos ¿no? que acababa de salir el coche de seguridad, y que hay que dejarlo un instante, una Garcoy ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues por el momento la verdad es que las la cosas muy bien, ¿eh? Bien, por ahora bien. A ver si acabamos esta manga y... ...pa casa ya. ¿Qué tal? Está yendo el fin de semana. Ya decimos que la manga de carrera, eh, primer lugar en, en lo que es esa categoría 2. Sí, muy contento con los tiempos que estamos rodando este año. El año pasado estábamos en 24 y ahora estamos en 21 y muy contento por la es, evolución. Es algo que además destacamos, ¿no? Eh... Pero bueno, eh luego el otro de Javi Villa que ha hecho el récord de la prueba récord histórico de, de la subida a Urique eh, y bueno, pues eh, en tu caso lo comentamos también, ¿no? Y a pesar de ser en la categoría 2, 221, la verdad es que es un tiempo bastante bueno. ¿eh? Sí, estoy contento con el tiempo, la verdad es que no me esperaba hacer ese tiempo, pero contento. Y la verdad es que eh Karen Cruz con respecto digo a la jornada de ayer dio por las incidencias, no hoy, la verdad es que sí que vais podido desplegar Eh, y, y bueno, que todos los eh, vehículos intenten estar ahí al máximo ¿no? La verdad es que es una pena Cuando corres en agua ayer Está complicado La primera de entrenamiento en seco Luego la segunda en agua Entonces anularon una Te quedas un poco Con ganas de correr un poco en seco también Y lo que sí que fue incomoda bastante el tema de, de las paradas ¿no? De, de incidencias y que se pare mucho la carrera ¿no? La verdad es que es te enfrías un poquito, pero es ley de vida. Al final son coches y son cosas que pasan, pero bueno, es lo que hay. Carcois, que haya suerte también en esta eh, tercera y última manga. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, sí. saludo para él, como decimos, el líder en la eh, categoría 2. Y vamos a intentar simplemente eh, conversar un segundo con Javi Villa para darle la, la enhorabuena por el tiempo que ha conseguido. Ya lo comentábamos antes con él. Decía que iba a intentar, por supuesto, el récord Y, y has marcado el récord histórico eh, de, la, de la prueba Por unas décimas, pero has conseguido convertirte en el piloto más rápido Y el coche más rápido de esta subida, Ulrich, enhorabuena Llegamos a una décima, no llegamos a bajar el récord Entonces, bueno, Veremos ahora qué tal, está calentando la pista Pero bueno, poquito a poco Va a intentar incluso, hombre, siempre se intenta no Pero ¿crees que puede incluso bajarlo? Bueno, salimos con vamosada en el día de hoy ya tienen, esto va a ser el segundo fin de semana completo y empieza a tener su pequeña caída. Normalmente que la subida de temperatura ahora hace un poco más difícil, pero al final hoy en el trabajo es desarrollar y, y ya estar peleándonos a ser una décima, en verdad es que es un día muy bueno. Javi, eh, enhorabuena y suerte. Gracias. Eh, lo dejamos ya porque Javi Villa eh, está preparándose para, como decimos, Eh, ya eh, cerrar las puertas de su vehículo con el casco puesto por eso la dificultad seguramente en el, en el sonido de, de poder eh, escucharle eh, y bueno, pues de hecho los monoplazas que ya eh, se van acercando hasta la línea de salida por lo tanto, bueno, pues eh, a punto en la eh, recta final ya de lo que es esta eh, subida Ubrí que nosotros quedamos por aquí caminando por el parque de trabajo acercándonos hacia la sala de prensa, y enseguida, por tanto, iremos con el eh, resumen de lo que vayan siendo los tiempos definitivos en esta subida a Ubrique. Jesús. Pues el parón del que hablábamos eh, con anterioridad ha sido muy corto, la verdad que eh, ha tardado muy poco, salió el vehículo de asistencia, pero enseguida se ha dado prioridad. La verdad que eh, ahora pues entendemos también desde tráfico que se intente, pues... Eh, ...que la prueba finalice lo antes posible... ...y acumula retrasos... Y, ...y sobre todo por la apertura... ...de la carretera al tráfico... ...cosa que suponemos que muchos eh, ubriqueños... ...estarán pendientes tanto para entrar... ...como para salir de nuestra localidad... ...decir, pues que nos encontramos... ...ya enfilando lo que es el tramo final... ...de esta retransmisión... ...y por lo tanto de esta subida... ...Ubrique-Benoca... ...tenemos a los eh, pilotos... Eh, ...del Nacional a punto de tomar la salida... No sé si pueden escuchar de fondo el ruido tremendo en el motor del eh, Subaru Impreza de llegar eh, de la Casa, al que tenemos eh, por aquí cerca, y tras él, pues eh, Alberto Domenech, eh, Manuel Maldonado, Humberto Janssen y José Antonio Aznar. Con esto, con el campeón de España, se eh, la salida del campeón de España, queremos decir, pues eh, ya habrá... el eh, tomado la salida todos los vehículos carrozados, todos los turismos, los coches de esta categoría 3. Por detrás, pues quedarán todavía los CM, los de la categoría 2, los CM Promo, y finalmente, pues en este caso, los de la categoría 1, con ese pango ese 53 de Javi Villa, todavía expectante y a la espera de ver si es posible rebajar, ese tiempo que ha marcado en el que igualaba pues el mismo segundo del eh, piloto Donostiarra Andrés eh, Pilariño y bueno la opción está ahí la verdad porque eh, como hemos dicho en, en tres eh, en las eh, de las tres mangas la última suele ser en las que los eh, pilotos suelen marcar los mejores tiempos lo que sí habrá que ver en este caso es eh, si tal como nos decía Joseba Iraola Eh, esa, ese desperfecto del piso En la zona donde pueden obtener una mayor aceleración eh, Les eh, permitirá rebajar el tiempo Al menos se nos comentaba que Bueno, tiene eh, esperanza de que por lo menos un, un segundo se le pueda bajar a ese a ese tiempo eh, En frente a nuestra tenemos al hispano-belga Humberto Janssen Dorsal 17 con su Porsche 911 ...doble campeón de España... ...y que este año de nuevo quiere pelear... ...por ese eh, antorchado... ...ese título eh, nacional... ...que le sirva... ...pues para volver... ...como en años anteriores... ...a, a dominar la montaña... ...nacional... ...tras eh, el año de paréntesis... ...del pasado año de paréntesis... ...con esas ese problemas físicos... ...que tuvo el piloto hispano-belga... ...que le impidieron pues... Eh, ...en este caso... ...rendir al máximo... ...en las eh, pruebas en las que participó el año pasado... ...pero este año llega a tope... ...pero os comentaba que también sigue teniendo ahí... algún problema físico... ...pero ya lo hemos visto... en la primera eh, de las eh, carreras oficiales... ...de la jornada de hoy domingo... ...en la que pues se ha llevado la victoria... ...y ahora mismo así están las cosas... ...en las dos carreras... Eh, ...Salvador Tineo y Humberto Jansen... ...han conseguido la victoria... ...veremos si en la tercera... ...vamos a tener otro vencedor diferente lo cual animaría mucho más, obviamente, de Campeonato de España, porque eh, en este caso eh, eh, vemos que eh, en Estepona dos de los tramos se los llevó Gerard eh, de la Casa, aquí, pues, eh, por ahora no ha podido subir al podio en ninguna de las dos carreras, y, eh, bueno, estamos viendo a vencedores diferentes. Ahora mismo el único que ha repetido, como decimos, ha sido Gerard de la Casa en, en Estepona. Y aquí en Ubrique, lo vamos a ver... ...que es lo que, lo que ocurre. Parece ser que... Eh, ...están comenzando ya... ...a tomar la salida... ...o a prepararse... ...o a estar a punto... ...en este caso... ...los eh, CMs... Eh, ...los vehículos de la categoría 2... ...Bango, sirve y Espiscar... ...que son... ...Italex eh, también... ...son las marcas... ...los fabricantes... ...que están presentes... ...aquí en Ubrique... ...en este 2018... ...justo delante de nuestra... ...tenemos eh, precisamente... Ah, pues en este caso a Javier Alfonso González con Silver Car eh, en el, detrás de él pues observamos también a Arkait Ordoki con Banco Racing Car y a eh Edgar eh, Montella con Silver eh pero con spicar, es decir, al ajuste tenemos las 3 de las cuatro eh, gamas de vehículos ...que están presentes en este Campeonato de España... ...de la categoría 2... ...en este Campeonato de España de CM Promo. Pues eh, bajando ya... ...tenemos por aquí también... ...a Christian Eric Brover... ...sin duda va a pelear y mucho por la victoria... ...que ya consiguió en el día de ayer... ...en la primera manga... ...el, el, el piloto hispano sueco ...que eh, buscará repetir victoria... ...tras la conseguida ayer... En la primera manga de carrera Ahora se ha tenido que conformar en la mañana de hoy En la segunda manga con una segunda posición Y vamos a ver lo que, lo que ocurre en esta última Que es precisamente una, se, una segunda manga Que se adjudicó Garizcoy Flores Que va a ser el piloto que salga justo después eh, el, el piloto de pango eh, Racing Card El que salga justo después de eh, eh, Christian Eric Brober ...y bueno, pues... ...dorsal 5... ...el que tenemos por delante... ...Juan Carlos Cabeza... ...Silver Car... Eh, ...CM... ...eh... ...y... ...también... ...eh... ...por justo por detrás... Eh, ...ya tenemos... ...en este caso... ...el Silver Car... ...también de Francisco José de Aguilar... ...eh... ...cisnero... ...cisnero... ...insistimos... Eh, ...parecen... ...son coches estéticamente muy parecidos... ...pero... ...si uno se... ...se fija bien... ...eh... ...ve algunas diferencias... ...tanto en la carrocería... ...en el motor... ...pues obviamente... Eh, o en lo que es la mecánica, pero en la carrocería también se nota eh, algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Cabeza, que el que tenemos, ahí tiene unos remiendos ahí en lo que se refiere a la carrocería, que, como saben, es, este coche es de fibra y, y lo con cinta aislante, cinta a cinta aislante es lo que tiene pues para, en este caso, que no se le abra la puerta del, del piloto. Es curioso, pero bueno, pues en este caso se recurren a remedios caseros para eh, alguna, algunos problemas, algunos males que funcionan. No obstante, insistimos, son eh, vehículos eh, muy ligeros en este caso para la potencia ¿no? que tienen, motor de, de, de motocicleta, pero eh, muy rápido muy competitivos en lo que se refiere a la, la montaña. La verdad que son los vehículos que dan eh, color y que... Eh, ...en este caso suele llamar eh, mucho la atención de los eh, aficionados... ...a lo largo del tramo por el espectáculo eh, que dan estos vehículos... ...nos acercamos ya al tramo final de la carrera... ...toda vez que eh, Manolo Avilés se está preparando... ...Lolo Avilés está preparando ya para eh, tomar la salida... ...con esa nueva unidad BR-53 de, BR de Vango... ...con la que compite este año... ...digamos, le, es la unidad, podríamos decir, el mano pequeño... ...de la que lleva Javi Villa... ...que sin duda es el piloto oficial... ...y por lo tanto... ...el que eh, suponemos que recibirá más mismos y atenciones... Del, ...del fabricante... ...sobre todo tratándose del piloto... ...que es el encargado de hacer el desarrollo y la evolución... ...y de eh, dirigir más o menos... Eh, los, eh, ...la línea por la que tiene que eh, ir el, el vehículo. Con Lola Viles, José Viral y Javi Villa... ...se va a cerrar esta vigésimo tercera edición... ...de la subida Ubrique... ...estamos a punto... ...de ver cómo estos pilotos... Eh, ...toman la salida, se van acercando a la zona de... Pre, ...ya están en la zona de presalida... ...ahora mismo sólo tienen... ...el Silver de... ...en este caso... Eh, francisco José Aguilar por delante... ...y en breve... ...tomarán la salida los tres pilotos... ...cara de concentración... en Lolo eh, Avilés... Eh, y, ...y bueno pues vamos a ver... Eh, ...cómo... Eh, ...se le da... ...a los tres eh, pilotos... Esa lucha por la victoria en Ubrique donde, bueno, pues eh, Javi Villa parece que eh, va un pasillo por delante de ambos, sobre todo viendo los tiempos y expectantes de eh, eh, ese esa actuación de Javi Villa que puede eh, bajar, eh, pulverizar eh, definitivamente ese récord que lleva desde el año 2013 en nuestra localidad, la que hizo eh, con una parqueta también, creo recordar Norma, en, aquella, en, en aquel año eh, el piloto Donostiarra Andrés Virariño, estamos a punto si se confirma no si se ve esa tendencia eh, está a punto de hacer historia aquí en nuestra eh, localidad eh, lo que se refiere a historia de la vigésimo o, tercera subida Ubrique Benocard bueno pues parece que tardan que tardan en, en autorizar eh, el acercamiento a la salida de estos eh, cuatro últimos vehículos ...con los que ya se pondrá el punto y final... ...a esta subida y a esta retransmisión... ...aparte de los cuatro que están aquí... ...en la zona de salida acaba de salir... ...ahora, en este caso, eh, Juan Carlos Cabeza... ...ahora se dispone ya a tomar la salida... ...Francico José Aguilar Cisneros... ...nos estamos acercando, insistimos... ...al final de esta vigésimo tercera subida... ...Ubrique Benocaz... ...todas las espadas, las espadas en todo lo alto... ...sobre todo... ...en esa categoría... ...categoría 1 ...en la que se han marcado... ...este fin de semana los mejores... ...registros... Eh, pues ...de todos estos últimos años en líneas generales... ...viendo lo que han hecho los tres pilotos... ...ahí va el tercero de ellos... ...Lolo Avilés... ...que enseguida... ...tomará la salida... ...en esta prueba... ...estamos, como decimos, muy cerca ya... ...del final de la subida a Urique esta vigésimo tercera edición... ...se ha alargado un poco... ...con respecto al horario oficial... ...el horario oficial previsto... ...son las tres y ocho minutos... ...y todavía esto no ha finalizado... ...luego tendrá lugar la entrega de trofeos... ...por lo tanto se puede prolongar... Uno, ...unas cuantas horas más... ...hasta que se cierre definitivamente... ...esta prueba... y escuchan el rugido del motor de la norma... ...de José Viraola... ...que va a tomar la salida... ...en breve... ...y ahora, enseguida... ...lo hará Andrés eh, Pilariño... ...escuchan a rugir... ...verdad, es todo un rugido... ...José Viriaola... ...a punto de tomar la salida... ...infectando... ...en esta última manga... ...rebajar esos 2.14... ...ese excelente tiempo que ya... ...marcó la segunda manga de carrera... ...parece que le están yendo las cosas mucho mejor que ayer... ...parece no, es una evidencia... ...vamos a ver si... ...remata la faena, bajando ese, ese tiempo que ha hecho en la segunda manga... ...y que por lo tanto será, eh, bueno, es récord personal... ...y el que consiga rebajar lo seguirá siendo, pero... ...ahí está, tarda un poquillo, vemos eh, ahora parece que se ha silenciado el vehículo... Eh, ...se ha parado, la verdad que ha estado bastante tiempo ahí en, en esa línea de salida... ...sin que le hayan dado la orden de, de tomarla... ...aquí por ejemplo vemos a, detrás nuestra... ...esperando la salida de José Virahola a, a Javi Villa... ...con todo su equipo de pilotos... ...incluido Jesús Vango... ...que es el fabricante de los Vango Racing Car... ...aquí pendientes... ...y ahí sale, ahí sale... ...se ...ahí, ahora mismo toma la salida José Virahola... ...y ya el último de los eh, pilotos, Javi Villa... ...que es el que ahora se eh, pone la línea de salida el último que va a recibir la orden de eh, pues eh, salir en esta vigésimo tercera edición. Con esto pues podemos dar ya por casi finalizado todo lo deportivo y estaremos solo a la expensa de conocer los tiempos que marquen estos eh, vehículos una vez cruce la línea de metas y Ahí sale el Vango eh, Racing Card, el eh, BR53, la montura de... Este año estrena Javi Villa y por lo tanto el último de los eh, pilotos de este campeonato de España eh, En tomar la salida, ahora pues vamos rápidamente para controlar los eh, tiempos que eh, van registrando los eh, vehículos Así que va a ser es una eh, clasificación que se consigue prácticamente en el momento Así que eh, será inmediatamente cuando logremos eh, conocer qué es lo que nos ha dejado ...esta última manga de carrera... ...de la vigésimo tercera subida... ...Ubrique-Menocaz... ...como podemos observar... ...en este caso... ...o oír, mejor dicho, si lo oyen de fondo... ...el, el coche de seguridad ha la salida... ...con eso... ...pues se confirma ya... ...que eh, está o va finalizado... ...lo que es esta subida... ...ahora estamos pendientes de la llegada... ...en línea de meta... ...tenemos aquí, por ejemplo... ...en esta última carrera... ...de la subida, la carrera número 3... ...algunos tiempos que podemos eh, ir y ya eh, adelantando... ...por ejemplo, eh, en este caso podemos eh, hablar... ...de nueva victoria de Humberto Jansen... ...en la categoría 3, eh, victoria del piloto hispano-belga... ...que de nuevo eh, se ha impuesto a José Antonio López Fonbona... ...por poco más de un segundo... 2, 26, 71, ha marcado eh, Humberto Jansen, 2, 27, 84, José Antonio López Fonbona. En este caso, la tercera posición, se si ha habido cambio con respecto a la carrera número 2, porque ha sido Gerard de la Casa el que se ha llevado el tercer, eh, o la tercera posición. Por lo tanto, se mete en podio el piloto andorrano. José Antonio Aznar se ha tenido que conformar con una cuarta posición, 2, 28, 50, ...seguido de Quique Pereyó, 2'33'47", Manuel Maldonado, 2'34", Salvador Tineo... ...sétima posición, 2'35", Francisco Jiménez Bermúdez, 2'39", José Blanco Rosales... ...2'40 y en décima posición, en este caso Amador El Nevado Cabrera... ...que ha marcado un tiempo de 2'40'85". Eh, dicho lo que es eh, este eh, top ten... ...en este caso de el, el top ten de, del campeonato de España de, de la categoría 3... ...nos vamos a quedar eh, intentando averiguar qué es lo que le... Eh, ...o cómo le ha ido a los pilotos eh, ubriqueños... Eh, ...en este caso mmm, cabe destacar que el mejor de los eh, pilotos de nuestra localidad... ...ha sido Antonio Luis y Rodríguez eh, Sánchez con ese lancia delta que ha bajado hasta los 2.50.83. La verdad que es una buena manera de terminar la prueba para un Antonio Luis Rodríguez que ha tenido problemas desde la jornada de ayer. Hoy finalmente pues ha podido afrontar las tres mangas y bueno pues incluso metiéndose en esa vigésimo quinta posición de eh, la, del escaso en la categoría eh, de turismo. Esteban Gutiérrez ha sido vigésimo octavo, con 251 32 seguido de Geray Jesús Benítez vigésimo noveno, dos en este caso el, el Juan Miguel García Romero ha sido trigésimo sexto con 254 cincuenta y cuatro Adrián García Montiel dos eh, cincuenta eh, Javier Zaldívar Pozo cuadragesimo primero, dos cincuenta y Cristian Vázquez Zapata dos cincuenta eh, seguimos eh, mirando por aquí Eh, lo que en estos caso intentando buscar a los briqueña Alberto Domínguez Arena 3 eh, minutos 02 13 Sergio Álvarez Borque 3 3 eh, 20 Jesús Saborido 3 05, 21 Antonio Toro 3 05, 89 Sebastián Mateo eh, Zapata 3 07, eh, 49 eh y bueno pues eh, en este caso eh ...seguimos eh, intentando identificar... ...Manuel Mendoza... ...3, 20, eh, 11 ...Javier Martínez Recio... ...que estaba un poquillo antes... ...3, 19, 69... Eh, ...Juan Antonio Aragón... ...3, 21, 59... ...Juan José Carrasco... ...3, 23, 19... ...Adrián García Gil... ...3, 28, 67... ...Rubén eh, Pérez Domínguez... ...3, 36, 98... ...y bueno... ...en este caso... Eh, ...tres eh, abandonos... ...el de Francisco Javier del Buey... Sánchez por avería mecánica, Zosimo Hernández y también el de un ubriqueño práctico Javier Baro Montiel... ...que finalmente no ha podido finalizar lo que es esta tercera manga de carrera... ...y se ha tenido que retirar por avería en eh, mecánica. Y vamos a repasar lo que han sido las otras dos eh, categorías, en este caso eh, nos vamos a quedar con la categoría 1... ...nos lo va a contar nuestro compañero Juan Carlos. Lo cierto es que Jesús, lo estamos comprando por aquí... Eh ha mejorado todavía más el tiempo, Javi Villa, hasta 2.10.533, 2.10.533 es el nuevo récord histórico de esta subida Ubrique, lo había eh, hecho trizas anteriormente, es cierto que por décimas, pero bueno, al fin y al cabo, eh, de por sí es un tiempo difícilmente superable, el que había conseguido en 2013 Andrés Vilariño, 2.10.721 con su norma, Y bueno, pues eh, anteriormente eran 2.10.6 y ha bajado eh, casi, eh, bueno, pues eh, unas décimas hasta situarse en 2.10.533. Eh, Así que 2.10.5, eh, lo que mejora el tiempo anterior y ya decimos, a partir de hoy, a partir de estos instantes y a falta de cierto de que lo corrobore... ...oficialmente la eh, organización... ...en este caso el cronometraje... ...el servicio de, de cronos... ...lo cierto es que esos 2.10.533... ...se convierten a partir de hoy... ...en el récord absoluto... ...de la subida UBRI... en esta vigésimo tercera edición... Ha, su, ...ha registrado por tanto... Eh, ...lo que es su mejor tiempo... ...de las ediciones que habíamos vivido... ...hasta el momento... ...con su B53... B53 ...que todavía nos indicaba Javi Villa que estaba mejorando, eh, que todavía no estaba al 100% de lo que pueden dar de sí con ese nuevo vehículo y a pesar de eso ha conseguido, como decimos, no solo imponerse, sino marcar un nuevo récord, el que, bueno, pues eh, suponen esos 2.10.533 centésimas. Eh, la segunda posición para... Joseba Iraola, que lo cierto es que ha hecho, ha hecho un tiempo magnífico también. Lo que pasa es que, eh, claro, eh, Javi Villas se está moviendo en tiempos de récord. Pero en cualquier otra edición, Joseba Iraola hubiera ganado eh, la prueba con esos 2.12.9. Un gran tiempo que le han llevado a esa segunda plaza la tercera posición para Manuel avilés con 2.15. La verdad es que han estado compitiendo en grandísimos tiempos, en esta categoría 1 que ha superado desde luego todos los cronos anteriores de ediciones eh, pasadas en la cuarta posición para Antonio de los Ríos, quinta para Francisco José Aguilar y la sexta para Juan Carlos Cabezas y ya en la categoría 2 en este caso el mejor tiempo, hay sorpresa porque eh, bueno, pues eh, para Javier Alfonso González, con su Silver Car, dos veintitrés lo cierto es que Eh, bueno, no vemos a Garicol Flores, se ha quedado en sexta posición, 3'27 ha, ha tenido que sufrir algún percance, eh, alguna incidencia, porque evidentemente ese no es un tiempo equiparable a esta categoría ni a sus méritos hasta el momento. Eh, aquí ha logrado imponerse en la categoría 2, en la manga anterior de carrera, con 2'21, eh, y de hecho, de haber repetido ese tiempo, hubiera ganado también esta manga de competición. Sin embargo, por tanto, el mejor tiempo para eh, Javier Afonso, 2.23, 2.24 para Arcaiz Ordoqui eh, con eh, ese BRC B49 y la tercera plaza para Christian Eric Broper eh, con su Silver Car S3 y un tiempo de 2.24.7. Y a continuación, bueno, pues cuarto, eh, Edgar montela. Eh, Mario Asenjo, con quien conversamos y con su abuelo, por ejemplo, hace, hace unos instantes, ha conseguido la quinta plaza con 2.28 o esos 3.27 que ya decimos corresponden a algún tipo de incidencia que ha tenido, no sé si algún trompo o algún problema de luego ha tenido Garicóis eh, para eh, no haber estado en lo más alto y además haber conseguido un tiempo tan alejado de, de lo que es habitual. Bueno, pues eh, ese es el resumen, Jesús, de lo acontecido en esta última manga de carrera y con la que ya eh, se pone el punto final de esta subida ubica, desde luego en la que eh, la mejoría del tiempo en esta segunda jornada se pues, ha traducido directamente en los tiempos registrados. Sí, antes quisiera comentar que en esta clasificación de la categoría 2 no hemos visto en este caso o no ha entrado en tiempo Gonzalo Cabañas, pero tampoco aparece en la categoría de, de retirados, así que no sabemos lo que habrá pasado con el, el piloto madrileño con el que acabamos de hablar hace unos, unos instantes. Ya, como hemos dicho, cerrando lo que es, o finalizada, lo que ha sido esta vigésima eh, tercera edición de la subida Brique, nosotros vamos a hacer también esta retransmisión resumiendo lo que ha sido el fin de semana. En categoría 1, de nuevo, dominio incontestable en las dos jornadas de javi villa que se ha... Eh, digamos la ha puesto la guinda al pastel con la consecución de eh, la mejor eh, marca en ubrique llevándose al récord en esta subida ubrique con ese 2 10 5 con el que eh, se convierte ahora mismo en, en este caso en el récord man de esta eh, subida ubrique destacar también a jo mira hola si ayer tuvo problemas Hoy parece haberlo enmendado y ha ido evolucionando progresivamente, reduciendo los tiempos 2.18, 2.14 y hasta 2.12. Se ha bajado en 6 segundos con respecto a la primera manga de carrera y vemos que la norma sí es muy competitiva y que puede quizás eh, responder y puede eh, pelear con eh, eh, Javi Villa en cuanto a las condiciones pues eh, sean propicias. ...para esta Barqueta Norma... Y, ...y Manolo Laviles... ...que parece que va a ser el tercero en esta lucha... ...desde luego están los tres metidos... ...digamos casi en la misma pelea... ...con las diferencias entre unos y otros... ...porque ya el resto de, de CM Plus... ...pues se alejan de los tres eh, pilotos... ...que acabamos de mencionar... ...en lo que se refiere al Campeonato de España... ...pues eh, de la categoría 2... ...hemos tenido pues un vencedor diferente... ...en cada una de las pruebas... ...Christian Eric Brover... ...en eh, la jornada de ayer, eh, Carezco y Flores en la carrera de hoy... ...y Javier Alonso González en la de en la última, en la segunda de las carreras de hoy... ...por lo tanto, reparto de victorias entre estos pilotos de, de la categoría 2... ...y en carrozados, pues el gran triunfador sin duda, Humberto Jansen... Eh, ...a excepción de la prueba de ayer el sábado, cuando bueno, eh, la climatología... ...la lluvia sí, la lluvia no, pues eh, probó una carrera totalmente eh, loca y, y sorpresiva... En este caso, hoy han vuelto las cosas a la normalidad. Ayer ganaba Salvador Etineo, se llevaba una victoria merecida por delante de eh, Zosimo Hernández. Hoy, Humberto Yance ha dominado las dos mangas. La carrera dos, eh, se ha llevado la victoria por delante de José Antonio López Fonbona y de José Antonio Aznar. Y la carrera tres, eh, donde ha hecho lo mismo, eh, se ha llevado la victoria por delante de José Antonio López Fonbona y, en este caso, Eh, tercera posición para llegar de la casa en ambas, con poco más de un segundo de ventaja sobre el Lamborghini de José Antonio López Fomona. y en lo referente a los eh, pilotos locales en línea general satisfacción porque eh, se ven los objetivos cumplidos la mayoría de ellos han logrado finalizar la prueba, algunos pues no han tenido la suerte de la mecánica en esta jornada y, y damos constancia de que han trabajado en estos días de forma intensa para intentar finalizar la prueba, pues eh, la enhorabuena para aquellos ...que lo han logrado eh, durante este eh, fin de semana... ...y sobre todo aquellos que no eh, han tenido ningún percance mecánico... ...digamos, que han llegado con el coche entero... ...y a los que no, pues nada, pues de aquí ir a apoyar... ...y de ser lo mejor que se eh, logren solucionar esos problemas... ...lo antes posible y que como nos comentaban antes... ...ahora eh, dentro de un mes en ese Rally Sherry de Jerez... ...prueba puntual para el Campeonato de Andalucía... ...podamos ver de nuevo un buen número de pilotos subriqueños... ...que no van a hacer la delicia... Eh, ...a los aficionados al motor en, en Ubrique. Pues nada, Juan Carlos, no sé si quieres añadir tú algo más... ...aparte de eh, agradecer ¿no? a nuestros oyentes... ...a esas personas que han estado en el tramo también colaborando con nosotros... ...a través de las redes sociales en un fin de semana muy intenso. que sí, además eh, hemos intentado eh, con directo retransmiser en directo... ...a través de nuestro perfil en Facebook, de acompañar no solo el sonido... ...sino también la imagen de lo que ha sido diferentes momentos... ...entre esta subida, por ejemplo... Esa eh, parte final con eh, la salida de los favoritos también se la hemos ofrecido. La pueden volver a ver también en nuestro perfil en Facebook y seguir colgando esas imágenes que hayan eh, imágenes que hayan tomado a lo largo del recorrido en esta subida Ubrique. Un fin de semana en el que, de nuevo, Radio Ubrique ha estado acompañándoles. Son más ya de dos décadas junto a esta subida a Ubrique. Esperamos que hayan disfrutado de ello y, bueno, pues eh, con ese objetivo de mantenerles informados sobre... ...las incidencias que se iban desarrollando... ...y todos los eh, protagonistas... ...así que agradecer la colaboración de pilotos... ...de la organización... ...de representantes de las diferentes instituciones también... ...de diferentes entidades... ...con nosotros... ...bueno pues lo dicho... ...esperamos que eh, hayan pasado un buen rato... ...y que hayan estado al día de, de esta subida... ...simplemente... ...otro apunte con respecto a la carretera... ...bueno pues aún estamos a la espera... ...de que los vehículos bajen... ...desde la zona de Benaucas... ...y una vez que esto se produzca... ...pues ya se podrá reabrir la carretera al tráfico... ...que en principio estaba previsto para las 3 de la tarde... ...evidentemente eso ya no se va a cumplir, son las 3 y 25... ...imaginamos que en unos minutos... ...se va a intentar que sea como siempre lo antes posible... ...en cuanto que los coches estén ya por aquí... ...se podrá reabrir la carretera al tráfico... ...y por tanto devolver la normalidad... ...para la entrada y salida en nuestra población... ...pues eh, Jesús, nos marchamos ya agradeciendo eh, lo dicho a los oyentes eh, esa atención y nada por aquí ya eh, ponemos el punto y final que tú Sí, comentar que el resumen de lo que ha sido todo este fin de semana, el resumen organizativo y deportivo, lo podrán escuchar mañana a partir de las cinco y media en nuestra programación habitual de deportes, en tiempo de deportes, donde como todos los años, pues ya con el cierre de tranquilidad y con el margen que nos va a dar estas horas de descanso, nos permitirán pues, hacer un análisis más frío de lo que ha sido el fin de semana. Eso por un lado y por otro, a los amantes del deporte de Ubrique, hoy hay una cita importante en el Antonio Barbadillo, a partir de las cinco y media de la tarde, se enfrenta el Ubrique Unión Deportiva. ...y el Club Deportivo San Bernardo... ...sexto clasificado contra eh, el líder... ...que es el Ubrique Unión Deportiva... ...contra San Bernardo... Eh, ...donde un partido en el que... Eh, ...si el Ubrique consigue la victoria... ...casi oficiosamente habrá logrado... ...el ascenso a la primera andaluza... ...recuerden que es día del club... Eh, ...los socios pagan un euro... ...los no socios tres euros... ...y además el club ha preparado también... ...una serie de actividades con la cantera... ...en la jornada de hoy pues para... ...engrandecer, decimos ese partido en este caso, animar ese partido y, y que los ubriqueños, el equipo ubriqueño, el equipo de Miguel Domínguez sienta ese apoyo de los aficionados y, en este caso, de los eh, jóvenes eh, jugadores de los equipos de cantera de Lubrico Unión Deportiva. Nosotros, como decimos, nos vamos a despedir, vamos a dejar aquí la conexión. Ha sido un año más, eh, una retransmisión que se la hemos llevado durante las dos jornadas, la del sábado y la del domingo, y, bueno, pues eh, ya va siendo hora de poner el punto y final. Eh, son las eh, 3 y 26 minutos de la tarde, decimos, eh, a la espera de que bajen los vehículos y de que ya se consiga abrir la carretera al tráfico. Sin nada más añadir, pasamos la conexión a nuestro compañero Fernando Sánchez en los estudios centrales de Radio Urique. Pues muchas gracias pues... Jesús Domínguez, eh, Juan Carlos Panal, por ese magnífico trabajo que cada año realizáis desde el parque presalida, desde la línea de salida y, y por supuesto, con todos los detalles que nos ofrecéis, en cada en cada retransmisión nosotros vamos a poner ya aquí el punto y final como bien comentas pero eh, recordar a los oyentes que mañana en tiempo de deportes a partir de las 5 y media un amplio resumen de lo que ha sido el desarrollo de la vigésimo tercera subida Ubrique Bena Ocaz, que concluye en este justo momento todavía queda tarde la entrega de trofeos Eh, un evento que también le ofreceremos mañana en diferido en Tiempo de Deportes Feliz día, feliz fin de semana Gracias a todos los oyentes que a través de las redes sociales También han contribuido con este trabajo Que realizamos cada año desde desde la radio A través de las fotos que nos han ido enviando vía WhatsApp Y que han conformado ese álbum De la subida, de la vigésimo tercera subida ubrique benocaz Y que quedará ahí como constancia en las redes sociales. Muchísimas gracias y hasta mañana.